Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero. La Brújula. Rafa Latorre. No, Beatriz Corredor no va a dimitir como presidenta de Red Eléctrica e insiste en que el español es el mejor sistema eléctrico europeo. La otra vez dijo que era del mundo. Bueno, es un cambio.、En、algo ha cambiado, al menos su versión triunfal. Si hace unas semanas decía que un apagón total era imposible, ahora no descarta que no pueda volver a ocurrir. Porque tampoco sabe con toda、eh, certeza lo que ocurrió o no puede transmitirlo. Aunque desafiando a toda la lógica y la opinión de los expertos independientes, dice que no fue un exceso de la producción renovable lo que ha provocado el desastre. Todo indica que lo que ha ocurrido es que Red Eléctrica cometió un error de gestión. Porque es la encargada de balancear el mix energético y pudo hacer una mala previsión de la oferta de energía del día del apagón. Y ahí es donde entraría la ideología. Luego se lo explicamos. La desconexión de los centrales no puede desestabilizar el sistema, a menos que asumamos que se trata de un sistema extremadamente frágil. Y nos están explicando que es el mejor sistema europeo. Han de elegir. Pero el gobierno no afloja la presión sobre las empresas privadas, sobre los, lo que llaman los operadores privados, falsamente. Y va a enviar a representantes del gobierno y del CNI a las compañías para investigar lo sucedido. Siguen aferrándose todavía a la teoría del ciberataque. No abandona esa línea de investigación porque ahora la prioridad es encontrar c o m o sea un culpable. La brújula con la torre. Bienvenidos a la Brujol. Estaremos con ustedes hasta las 11 y media, las 10 y media en Canarias con toda la información, el análisis, la economía y el deporte. Sí, el gobierno sigue tratando de construir su relato exculpatorio en la catástrofe. El problema es que no es demasiado creíble. Primero, porque operador en España y según la ley solo es Red Eléctrica. El resto son productores, comercializadores, distribuidores. Y segundo, porque Red Eléctrica es un operador, pero no es privado, porque está controlado por el Estado. Y prueba de ello es que el gobierno trasladó allí su centro de mando durante toda la jornada. Del apagón, como si fuera la EMET o cualquier otro organismo estatal, a ver si p u e d e montar un centro de mando en Iberdrola o en Endes, a a ver si les dejan. Vamos a escuchar en primer lugar a Beatriz Corredor, que descarta, al menos por el momento, convertirse en el chivo expiatorio. Más de 40 horas después del apagón, la presidenta de Red Eléctrica ha hablado, ha hecho una t u r n é muy selecta, por medios muy selectos, como Televisión Española y la SER. a Y honestamente, si yo pensara que la responsabilidad que estoy ejerciendo no he sabido estar a la altura, yo sería la primera que l o ofrecería. Pero sería tanto como decir que esta casa no ha estado a la altura. Esta casa ha estado a la altura antes del apagón, durante el apagón, y va a estar a la altura ahora. Es difícil saber hasta qué punto la exministra socialista cuenta con el apoyo del gobierno para seguir presidiendo Red Eléctrica. No es fácil. Quizás, quizás、eh, cuenta y no cuenta con el apoyo. Depende de si encuentran antes otro culpable, mejor que ella. La vicepresidenta de Transición Energética, Sara a j e s e n ha pronunciado lo más, parecido, lo más parecido a un apoyo gubernamental a corredor. El gobierno es quien la ha nombrado, de ahí que lo natural es preguntarle al gobierno si la sigue apoyando. Quiero poner de manifiesto desde el principio: el trabajo de red eléctrica de todo su equipo, de la presidenta y los técnicos, ha sido extraordinario y por eso pudimos contar con el restablecimiento del suministro. Pero antes de asumir la responsabilidad de la gestión de red eléctrica, que es a lo que están apuntando ahora los expertos, el gobierno preferiría encontrar antes un culpable en las empresas privadas. Así que el gobierno sigue buscando responsabilidad no en red eléctrica, sino en las empresas privadas productoras de energía. Y por eso envía al CNI a rebuscar allí en las compañías cualquier dato que le sirva para endosarle la responsabilidad de un colapso total del sistema. Más de 50 horas después del colapso. Falta una explicación de qué es lo que pudo ocurrir. Pero se está buscando antes el culpable que la explicación. Y eso que todos los expertos independientes se lo están diciendo. Y lo explican de manera muy didáctica. Y tan sencilla que hasta un lego puede entenderlo. Se trataría de un error de gestión, un fallo a la hora de calcular la oferta y balancearla entre renovables, ciclo combinado, térmica, nuclear. Lo que convirtió al sistema español en un sistema frágil. Porque el flujo de energía renovable no es, no es fácil de regular. Es más difícil. Y sobre todo se hace con, con mucha menos anticipación. Y aquí es donde entraría la ideología. Porque da la impresión de que el gobierno pretende m o s t r a r a toda costa que se puede o vivir sin producción nuclear o vivir únicamente, únicamente con producción renovable. Y como digo, a toda costa lo digo, incluso a costa de la estabilidad del sistema. Hoy ha hablado el presidente de una compañía privada, una de estas a las que señala el gobierno como culpables, es el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Iberdrola ha sido de las compañías privadas la que se ha expresado más directamente por el momento, quizás porque es la que se ha sentido más aludida o más señalada por el presidente del gobierno. Lo que dice Sánchez Galán es lo que viene diciendo Iberdrola desde el primer momento: que ellos siempre han estado a lo que el operador, que es uno y se llama Red Eléctrica, les ha pedido. レスティングの悪い事は、レスティングの悪 e 事は、レスティングの悪い a は、レスティン a d 悪い事は、レスティングの悪い事は、レスティ t グの悪い事は、レスティング o 悪い事は、レス s t ングの悪い事は、レスティングの悪い事は、レスティングの悪い事は、レスティングの悪い事 e レスティングの悪い事は、レスティングの悪い事は、レスティングの悪 o 事は、レス t o ングの o い事は、レスティングの悪い事は、レスティングの e い事は、レスティングの悪い事は、レスティングの悪い事は、レスティン s の悪い事 s レスティングの悪い事は、レスティ e グの悪い事は、レスティングの e い事は、レス Lo que hacen. La red eléctrica portuguesa lo que ve probable es que el exceso de renovables haya sido la causa del apagón. A ellos también les afectó y, como les afectó, han tomado una decisión que es que Portugal se desconecte de España tras el apagón y deje en suspenso el intercambio energético. Asociación Salvador, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. El mercado portugués sigue a esta hora y desde la pasada medianoche operando por separado del español por prudencia, sin intercambios comerciales entre ambos países. Pero a diferencia del nuestro, su gobierno sí reconoce algunos fallos internos. La ministra de Administración Interna, Margarita Blasco, dice que lo van a investigar. Va a haber una comisión independiente que evalúe todo el sistema y todo lo que sea necesario para hacer el sistema resiliente y más fuerte. Y por lo tanto, analizaremos toda el área de protección civil, salud e infraestructura crítica. Otra diferencia con España es que no han pasado 48 horas y allí ya ha sido objeto del apagón de debate parlamentario. También se va a debatir la semana que viene en el Parlamento Europeo para sacar lecciones del que ha sido hasta el momento. El incidente de estas características más grave en casi dos décadas en Europa, con más de 60 millones de usuarios que se han quedado sin luz. Protección Civil de Portugal ha confirmado que el país vecino no registró ninguna víctima mortal. Lo que sí se han registrado son daños económicos que se empiezan a contabilizar. En la industria cárnica, por ejemplo, se calculan pérdidas de en torno a 100.000 euros por empresa en las más grandes y de hasta 20.000 en el caso de las pequeñas y medianas empresas portuguesas. Y ahora,、eh, permítame un, un paréntesis en esto del, del apagón para hablarles del caso Ábalos y de las preguntas que se está haciendo el Supremo. ¿Cómo es posible que un ministro haya cobrado en un par de años dietas por medio millón de euros? Eso es lo que se pregunta el Tribunal Supremo y le pide a Transportes que aclare. Que aclare el pago de estas dietas y rentas exentas en dos años a José Luis Ábalos. Hablamos de medio millón de euros, insistimos. Pero es que además. Ese dinero salido de la caja Padora Central no aparece reflejado en las cuentas bancarias del exministro, con lo cual el misterio p u e se s agrava, si es que eso es posible. Arancha Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y es que la UCO ha constatado efectivamente que Avalos cobró ese medio millón del Ministerio de Transportes que él presidía en concepto de dietas y rentas. Aunque su ingreso no lo recoge ninguna de las cuentas bancarias que han analizado hasta ahora, que, que son las que tienen como de Ávalos. Se trata de dos pagos: uno de casi 157.000 euros correspondiente al ejercicio 2018 y otro de casi 352.000 del ejercicio 2019, que son los dos primeros años de Ávalos en el gobierno de Sánchez. Los investigadores de la Guardia Civil lo detectaron al analizar la documentación que se requirió a Hacienda. Se han localizado en sus cuentas prácticamente la totalidad de sus percepciones como empleado del ministerio, afirmó la u c o en su informe. Es decir, los casi 150.000 euros en dos años que correspondían a su sueldo de ministro. En contraposición, continuó el informe, no se ha encontrado abono alguno de los casi 510.000 euros que se han l o c a l Que sí figuraban en la agencia tributaria como pagados a Ávalos, como rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen, y que vendrían a suponer el 69% de los ingresos provenientes del ministerio. Por eso ahora el juez ha dado 15 días a Transportes, al juez del Supremo, para que le informe detalladamente de todas las retribuciones que se han abonado a Ávalos, que se indique la fecha, el método de pago, la cuenta bancaria de destino y, por supuesto, el concepto. Todo ello en el marco de esa causa que lleva el Tribunal Supremo por presuntos delitos de corrupción relacionado con el cobro de comisiones contra el que fuera ministro de Transportes y número 2 de Sánchez también en el PSOE. En Onda Cero, la brújula, Rafa Latorre. Y repasamos otras noticias del día con Carlos Rodríguez y Pedro Pablo González. El Partido Popular anuncia que no apoyará el decreto ley de medidas con las que el gobierno pretende amortiguar la imposición de aranceles de la administración Trump. Anuncio que llega horas después del cierre del Congreso de los Populares Europeos en Valencia. Desde allí informa José r a m ó n Arias, enviado especial. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues no pintaba bien y se ha confirmado esta tarde que la reunión entre el ministro de Economía y el responsable económico de los Populares ha acabado sin ningún tipo de acuerdo. Los Populares no apoyarán el decreto de aranceles que se votará en el Congreso porque No se les ha aceptado ninguna de sus propuestas, ni siquiera el Ejecutivo se ha planteado estudiar y reevaluar una de las peticiones fundamentales, la continuidad de las centrales nucleares, sobre todo después de lo que hemos vivido esta misma semana. Para Juan Bravo, el Gobierno no quiere saber nada del Partido Popular. El Gobierno no se compromete, no se puede comprometer, nos ha preguntado y evidentemente entendemos que si después de 23 días la respuesta es que hay que tomar más días para seguir hablando, cuando nosotros venimos con un documento concreto y con unas medidas concretas de los que nos piden los sectores, pues que evidentemente deciden que no quieren seguir contando con el Partido Popular y en esa medida, pues evidentemente creemos que ha vuelto el muro por parte del Gobierno. Un desacuerdo que se confirma después de que en el Congreso de los Populares Europeos de Valencia, los populares españoles, tanto su líder nacional Núñez Fijó como los presidentes autonómicos, han criticado la falta de información y la asunción de responsabilidades por parte del gobierno. El silencio de Pedro Sánchez en el cero energético también ha ocupado los discursos en el Congreso del Partido Popular Europeo. Un apagón en el Electrion, c o、no、el de la falta de información que, según el ministro Carlos Cuerpo, no va a trastocar las proyecciones del Producto Interior Bruto.、Sí. Mantendrían en el 2,6% para este año, a pesar también de los aranceles en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El titular de Economía cifraba el impacto máximo del parón eléctrico en 800 millones de euros. Algunas comunidades autónomas han comenzado ya a calcular pérdidas. Madrid, 300 millones. Aragón, 50. Otras, como Murcia, evalúan todavía ese perjuicio, como nos contaba anoche el presidente López Mirás.、Eh, ya hemos hecho algunos cálculos. Una jornada. En la región de Murcia sin actividad económica supondría en torno a los 175 millones de euros. Y media jornada serían en torno a los 85 millones de euros. A partir de ahí, pues estamos empezando a hacer valoraciones. Nuevo auto del juez Ángel Hurtado en las piezas separadas abiertas la semana pasada sobre el borrado de mensajes del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El magistrado determina que la información aportada por WhatsApp y Google no es relevante para la causa que investiga el fiscal general por haber presuntamente filtrado datos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que es lo que ha ocurrido exactamente. No es que no hubiera mensajes、eh, en algún momento en los móviles y en la cuenta de correo del fiscal general del Estado. s e g u r a m e n t e que l a s c o m p a ñ í a s no han podido recuperarlos. Y por tanto, esa, esa diligencia exitosa a la que apuntaba Ángel Hurtado no lo es tanto, porque no han podido darle la información que requería. David g a v a s ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. El Supremo no ve interés en la documentación remitida por las compañías. Google solo ha podido recuperar mensajes no relacionados con la investigación y WhatsApp no ha encontrado los que el fiscal general borró de su móvil anterior. En su auto, el juez Hurtado constata que la UCO solo ha encontrado un correo relacionado con la causa entre los remitidos por Google y era un mensaje ya conocido por los investigadores. De hecho, entre el material enviado por la compañía no están otros correos que sí se sabe que García Ortiz intercambió desde su cuenta personal con el fiscal jefe de Madrid y que Eliminó después. En cuanto a la información remitida por WhatsApp, la UCO explica que no h a encontrado información nueva que sea de interés para la investigación. Prisión provisional para los padres que mantuvieron encerrados en su casa de Oviedo a sus dos hijos menores en condiciones terribles. El juez ha acordado también la suspensión de la patria potestad y guardia custodia de los niños. Redacción a Oviedo, Arturo Tellez. A la vista de la declaración de ambos y de la petición de la fiscalía, la magistrada d e Oviedo decide esa medida cautelar para el matrimonio de ciudadanos alemanes. Inicialmente, Las diligencias se abren por violencia doméstica como maltrato psicológico y abandono de menores, pudiéndose darse también un delito de detención ilegal. Mientras, los servicios sociales de Principado ya a cogen a los tres niños, dos gemelos de ocho y uno de diez precisando que es pronto para saber el alcance del año sufrido, estos más de tres años, de encierro en un chalet de las afueras de Oviedo. La policía municipal describe una vivienda con excrementos o medicamentos tirados. Fue determinante el aviso de una vecina. This is the best, they say, 100-day start of any president in history, and everyone is saying it. We're just. multim もう一度行ってみまし t う。もう一度行ってみまし h う。 ...se saca La guerra comercial e m p e d i d a por Trump hace semanas. La economía de los Estados Unidos se resiente, pero el presidente responsabiliza. No a él, sino a su antecesora, Joe Biden, negando que este retroceso esté ligado a esos aranceles impuestos por su administración. El miedo a una recesión, eso sí, mantiene en rojo a Wall Street de su apertura. En este momento cae más de un 2%. Y en Israel, decretada la emergencia nacional por los incendios que avanzan sin control en los alrededores de Jerusalén. Comunidades enteras están siendo evacuadas. Hay varios cortes de carretera y también hay heridos por inhalación de humos. Está siendo difícil contener el fuego por las altas temperaturas y por las ráfagas de viento que están c o m p l a n a s Conectamos con nuestra corresponsal Hannah、eh, Beris. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. En efecto, está siendo sumamente complicado detener el fuego, controlar al menos en parte las llamas. Varias localidades en l a s alrededores de Jerusalén, en la zona llamada los Montes de Jerusalén, han sido evacuadas en los últimos años. Minutos se agregó algunas a la lista, incluyendo la localidad de Neveilán, donde está ubicado el estudio central del popular canal de televisión N12. Por lo cual, en vivo, el、eh, informativista Dani c u s h m a r o dijo algo que nunca nos ha sucedido: tenemos que evacuar. Pasamos a los estudios en otra localidad. Ya se está hablando de si acaso hubo aquí negligencia, falta de la organización de b i d a algo que habría contribuido. A la forma en la que hay tantas complicaciones para lidiar con este desastre. Mañana llega ayuda internacional. La brújula con la torre. Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa? Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas. ¿Y si pasa algo? Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días. Alarma conectada. Cierra la puerta robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-272-272. David b i s b a l David, ¿puedo cantar c o n Es algo precioso, ¿no? Edurne. Qué maravilla. a m í es que esto me da la vida. Lola Indigo. Y verles tan pequeños, con tanto talento. Manuel Turizo. Los niños. Siento que es algo increíble. e No me lo esperaba! La Voz k i d s Nueva temporada. Estreno el sábado a las 10 de la noche en Antena 3. La teleabierta. Ya disponible en AdSplit. Antes de seguir, vamos a contar algo que no podemos dejar pasar. Si juntáis vuestro seguro de coche y vuestro seguro de hogar con la fórmula Coche Casa de Línea Directa, ahorráis directamente. Tenéis que llamar al 917-700700 o entrar en l i n e a directa.com. Llama al 917-700700 o entra en l i n e a directa.com. Y ahora sigamos con el programa. Hoy tenemos la ida de la Champions. Muy buenas, Latorre. Partido de ida para el Barça. Que Ayer ya se jugó la ida de la primera semifinal entre dos entrenadores españoles, un club inglés. Y otro francés, entre el Arsenal y el Paris Saint-Germain, entre Arteta y Luis Enrique. Y se lo llevó el Asturiano. Ganó el PSG con un gol del Mosquito de m b é l、no. é 0-1 en el minuto 4, un、Tiene、resultado que aguantó、pinta. todo el partido. El PSG mereció más durante el partido. Mereció más que el Arsenal,、sí. al menos. Mereció ganar y ganó ayer en Londres y jugará la vuelta la próxima semana en el Parque de los Príncipes. Con ventaja el Paris Saint-Germain. Hoy, como dices, el turno del f c b a r c e l o n a en el Estadio de Monjic ante el Inter de Milán del Autoro Martínez, dirigido por i n z a g h i Y el Barça con bajas. No está Lewandowski y no está Valde. Todavía no es oficial el once inicial de Flick, pero con esas dos bajas lo afronta el técnico alemán. A partir de las 9, el Barça en Monjuic. t Mañana será jornada europea para otros dos equipos españoles. Para el Athletic Club en la Europa League juega partido de ida en San Mamés, partidazo ante el Manchester United. Y juega el Betis, también partido de ida en este caso de la Conference, en el Benito Villamarín frente a la Fiorentina. Partidazos a t l e t i Manchester y Betis Fiorentina. Eso será mañana jueves. Además, hoy juega el Barça en la Euroliga, Barça-Mónaco. Ayer el Real Madrid ganó y puso la serie 2-1 frente a Olimpiacos. Mañana jugará ese cuarto partido en el Palacio de los Deportes de Madrid. Y el Mutua Madrid Open, que sigue en marcha hoy, es Viatec, se ha convertido en la primera semifinalista del cuadro femenino tras remontar y ganar a Kiss en tres sets. Se quedan 20 minutos con su emisora más cercana de Onda Cero. La brújula de Madrid, Mercedes Pascua, Onda Cero. Muy buenas tardes, finaliza abril con un super fin de semana, jueves y viernes festivo, y eso se traduce en un éxodo para unas mini vacaciones. Con la resaca todavía del apagón, sobre todo en los trenes, nos vamos a situar en Chamartín para ver cómo está la situación a las puertas de este gran puente. En la estación está Marta Morueco. Marta, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta ahora hay un flujo continuo de gente con mochila y maleta de ruedas que llega a la estación. En la zona de asistencia al pasajero todavía hay algunas personas que, tras el apagón, no han sido reubicadas en diferentes trenes, la mayoría con dirección a Galicia. Es el caso de María Dolores, que esta tarde por fin Renfe le ha proporcionado a ella y a su marido un par de billetes hacia Coruña. Hasta tres veces ha tenido que acercarse hasta la estación y el resultado no ha sido nada satisfactorio. Ayer vine tres veces. Vine por la mañana, me dijeron que no funcionaban. Vine por la tarde, que viniera hoy por la mañana a primera hora. Y me dieron dos billetes. Que tenemos que ir de pie. ¿Pero cómo voy a ir de pie de aquí a, a Coruña? Hasta las once y cuarto de la noche. Mi marido con 87 años y yo con 75. Muchos ciudadanos han decidido acercarse con tiempo para evitar sorpresas. Reconocen que todavía no confían demasiado en que haya vuelto a la normalidad, aunque los paneles en verde marcan las llegadas y salidas sin retrasos.、Eh, nada, esperando. Todavía no lo han anunciado, pero por el momento no nos han dicho que haya ningún problema. Había caos más en la carretera. A、ah, Pontevedra. Sí, sí, está todo, está todo perfecto. Yo he llegado con hora y media de, de tiempo, de margen. Porque no sabía lo que me iba a encontrar aquí. Quizás los mayores despistes se están produciendo porque Chamartín continúa en obras. A pesar de la señalización, algún que otro se sigue perdiendo. Gracias, Marta. El apagón retrasó la recogida de basuras con el fin de la huelga y los vecinos de algunos barrios se quejan de que en la capital todavía haya contenedores que no están vacíos. El alcalde Martínez Almeida insiste en que en las próximas horas vamos a recuperar la normalidad y el apagón ha sido el tema de debate en el pleno del ayuntamiento, entre el alcalde y entre la portavoz de Más Madrid. Rita Maestre. q u Es e vergonzoso que ni diez horas después del comienzo de ese apagón, el Partido Popular y la extrema derecha h a y a empezado ya a esparcir bulos, fango y mentiras sobre lo que pasó. Este ayuntamiento nunca tuvo un apagón informativo el lunes. Este ayuntamiento no tardó seis horas en dirigirse a los madrileños. Este ayuntamiento, desde el primer momento, estuvo donde debía estar. Junto a los maileños, transmitiéndoles la información que teníamos y dirigiendo los servicios públicos. El alcalde se ha quejado de que la delegación del gobierno nos i n t e r e s a r á por la situación de la ciudad de Madrid. El gobierno regional le echa en cara su tardanza en responder al apagón y el delegado critica que el gobierno de Ayuso se niegue a rebajar el nivel de emergencia. Solo Madrid y Extremadura lo mantienen. Desde el Ejecutivo Regional, su portavoz Miguel Ángel García insiste en que no le corresponde a ellos desactivar la alerta. Creo que no hay que polemizar, hay que simplemente seguir lo que dice la propia ley. Nosotros ya le hemos informado que no hemos detectado en el ámbito de nuestras responsabilidades ninguna incidencia reseñable hasta ahora, pero lógicamente en las competencias que le corresponden a la Administración g e n e r a l del Estado son ellos los que tendrán que saber por qué hasta ahora toda, todavía se ha mantenido esta declaración en dos comunidades autónomas, entre ellas Extremadura y la comunidad de m a d r i d Y entiendo que si no ven ninguna causa por la que se pueda mantener, desde luego por nuestro,、eh, por nuestro ámbito entendemos que el ministro debería. Desactivar este plan. Desde las tres de la tarde está en marcha la operación especial de tráfico. Se esperan solo por la región un millón y medio de desplazamientos en estos días festivos. Esto es la brújula de Madrid. Nos vamos al tráfico y al tiempo. ¿Cómo se circula esta hora por las carreteras? DGT Alba Aritz, buenas tardes. Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la salida por la 1 en la Cabrera. Al margen de este alcance encontramos circulación lenta en esta misma dirección de salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama, la 3 en Rivas, la 4 en Butarque y en Pinto, la 42 en Torrejón de la Caltada, la 6 en El Plantío y la M607 en Tres Cantos. Y por último hay dificultades en la M40 en Coslada, Vicálvaro y Mercamadrid. Hacia la A42 y también la M50 en la Chopera, todo sentido a la autovía que se dirige a Galicia, es decir, hacia la A6. Tiempo revuelto, mañana suben las mínimas, aparecen las lluvias que van a ser más persistentes y en forma de tormenta de madrugada y sobre todo en la sierra. Mínimas de 10 grados, máximas de 25. Vive la experiencia única de alojarte en una playa salvaje o en un acantilado sobre el mar Cantábrico, en una dehesa al pie de Gredos o en un oasis de palmeras en Elche. Lugares increíbles en España para celebrar la vida. Ven y alójate en Wish Home, donde encontrarás la privacidad y calidez de un hogar con un impecable servicio 5 estrellas. Perfecto para tus reuniones de familia, amigos o trabajo. Wish Home, 900-90782. 900-907-82 2 o quiero celebrar la vida. com. Wish Home Villas para celebrar la vida. Grupo reacciona. Nora, el personaje más emblemático de Ibsen, vuelve a los escenarios de la mano de María León. Casa de muñecas en el Teatro Fernán Gómez de Madrid. Drama, emoción y un final que hizo historia. Del 16 de mayo al 22 de junio, Casa de muñecas con María León. Entradas ya a la venta. No te la pierdas. Compra ya tus entradas que vuelan. n l i e r t a Y entre la humedad y la primavera tengo alergia y mi pared llena de moh. o No me hables, antes mi casa parecía una jungla, pero llamé Verde Comedades y adiós manchas y olores. ¿En serio? Claro, llama ya que el diagnóstico es gratis. Y Verde Comedades, soluciones definitivas contra la humedad. Llama ya en 9103110 o iverdecomedades.es. Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford c u g a Híbrido Enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes. s g u a Que está fabricado en Valencia. a g u a Y que ahora con el Plan m o v e s te lo puedes llevar a un precio ú Ni, CO. ¡Oh, wow! Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford c u g a Híbrido Enchufable a un precio guap. Ahora con Plan m o v e s ¡Corre ya por él! Para actualizar el equipamiento y la tecnología de tu empresa, lo mejor es alquilar. Podrás usar los recursos de tesorería en otras áreas importantes de tu negocio. Así puedes estar actualizado y renovarte sin preocuparte de perder la liquidez de tu empresa. Recuerda, alquila tu equipamiento y tecnología. Infórmate en g r e n q e e s Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcázar.com. Más de 30 años de experiencia. La Sinfonía del Nuevo Mundo. Martes, 6 de mayo, en el Auditorio Nacional. Entradas en lafilarmónica.es. Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores. Muebles Adama. Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble. Muebles Adama. v e a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com. El envío de burfaxes ahora es mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con notificados.com envíe burfaxes a través de internet cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal. 10 años de plazo para a c u s e de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com. Burfax online postal y electrónico. Pide gafas y lentillas. Os digo adiós. Ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer. Me he liberado en Novovisión. Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión. Para que vivas mejor. La Brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Hoy ha habido consejo de gobierno en la Puerta del Sol y el gobierno regional quiere saber qué pasó con el gran apagón y, sobre todo, ha echado cuentas del impacto a Pachilinaza. Impacto económico de 300 millones calcula a grosso modo la comunidad de Madrid que tuvo el apagón. Miguel Ángel García, consejero portavoz. Lógicamente es muy difícil en este momento poder tener datos. Según la propia COE, serían superiores a los mil millones de euros para toda España y en la comunidad de Madrid serían unas pérdidas al menos de 300 millones de euros, pero Insisto, en este momento todavía es muy pronto. El gobierno regional no ha notificado mayores incidencias graves que impidieran desactivar el nivel 3 de alarma nacional, pero sí mantiene el ejecutivo de Díaz Ayuso su valoración de la gestión de Pedro Sánchez en el corte eléctrico, lenta e ineficaz, y critica que durante 12 horas el delegado del gobierno Francisco Martín no diera la cara. Una cuarentena de colegios públicos de infantil y de primaria van a abrir en verano. Son campamentos urbanos por quincenas con actividades culturales. Más de 14.000 plazas para conciliar vida laboral y familiar. Julia Trujá. Ya se pueden solicitar alguna de las 14.415 plazas para campamentos urbanos de verano en la capital. El programa Madrid-CAM ofrece 13.800 dirigidas a menores de entre 3 y 12 años empadronados en Madrid, con la condición de que al menos uno de los progenitores esté trabajando. Las actividades se desarrollarán en 41 colegios públicos durante julio en dos turnos y en 21 centros en agosto. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 13 de mayo a través de la plataforma de actividades municipales. Por otro lado, el programa Centros Abiertos Especiales ofrece 615 plazas para Menores y jóvenes de 3 a 21 años escolarizados en educación especial. Se llevará a cabo en seis colegios públicos en cuatro turnos: dos en julio y dos en agosto. El servicio incluye comedor, rutas en autobús y acogida matinal de 8 a 10 de la mañana para quienes no usen transporte. El plazo de solicitud para este programa finaliza el 8 de mayo. En ambos programas se reservan plazas gratuitas para menores en situación de emergencia o riesgo de exclusión social. Y La Junta del Gobierno del Ayuntamiento de la Capital ha aprobado una ampliación del servicio de atención a Víctimas de violencia de género con más profesionales y adaptación a mujeres con discapacidad, m a r i s a Menéndez. Un contrato por el que se refuerza el personal con seis nuevos profesionales y se amplía el horario de la unidad móvil que operará de nueve de la mañana a nueve de la noche. Además, el servicio se va a especializar en la asistencia en situaciones de emergencia o crisis y se va a mejorar la accesibilidad para usuarias con discapacidad con documentos en lectura fácil, sistemas para mujeres sordas y espacios señalizados con pictogramas. La Junta de Gobierno ha aprobado otro contrato de más de un millón de euros para el servicio de lavandería para personas mayores y en riesgo de exclusión. Los profesionales. Le recogen la ropa, la lavan, la planchan y la devuelven para que el usuario no tenga la necesidad de desplazarse de su casa y además no cargue de más trabajo a sus cuidadores. Por último, el ayuntamiento va a destinar un millón de euros en ayudas y subvenciones para los sectores comercial, hostelero y hotelero de Madrid. Y un suceso de esta misma tarde: un parricidio en Colmenar Viejo. Un hombre ha sido detenido por matar a su madre de 77 años en Cuatro Minutos Deportes. Hemos apuntado a nuestra hija en el Instituto de Artes Escénicas y está feliz. Es un centro de estudios oficiales y de actividades estrellas. Escolares desde los tres años. Tienen música, teatro, orquesta, coro, compañía de danza, una experiencia artística completa que puede ser su futuro. Jornada de Puertas Abiertas el 25 de abril. Toda la información en la web Instituto Artes e s c é n i c a s Es. Agáralo, o c a c i ó n a g á r a g a r r a l o a g á o a g á a g a r r a l o a a l o l l a g a r r a l o a a o a g r a a a g á r r a l agáralo, a g g a l o a g r a l o o a g r a l o o a g á o a g á r a g á r r a l o a g á r r a l o Más de 8000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan. 15 días probar, probar, ocasión,、sí. Los mejores colchones en las tiendas Omnium. Flex Tempur b u Tex p i c o r i n a hasta el 50%. 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra l a tuya en atiendasomnium.es. Escucha el testimonio real de Lucía, quien ha agrupado sus préstamos con Agencia Negociadora. Para mí, Agencia Negociadora, de verdad y de corazón, ha sido la que me ha devuelto la felicidad. Pagaba antes、um, casi 2.300 euros y ahora pago 455.、Um, ha cambiado mi vida al 100%. Si tienes casa en propiedad, podemos ayudarte como a Lucía. Llámanos 900-200-260 o agencianegociadora.com. Reacciona. A mí me han devuelto la vida. SENEAS, compramos inmuebles para reformar. SENEAS, te damos un préstamo hasta la venta de tu casa. SENEAS, compramos tu casa en 7 días. Entra en s e n e a s c o m o llámanos al 916-390-347. Vaya cara, Lucía, ¿qué te pasa? Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? Depenqué? Depencare. Concede cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91091 3566. Guillo, ¿de qué te conozco yo a ti? Yo soy tu hermano. No, de eso no, de otra cosa, hombre. De los m o r a n c o s Eh, a Dai te conozco, estamos trabajando aquí en Madrid. ¿no? Sí, en el Teatro Capitol, viernes, sábados y d o m i n g o Y todavía queda entrada hasta el 1 de junio y n o queda la entrada. ¡Qué alegría, qué alegría! Los m o r a n c o s vis a vis, Capitol Granvía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Cuando pienses en muebles nuevos para tu cocina, piensa en Kixen. Kixen es una empresa del grupo Duchamanía, con la misma profesionalidad y compromiso. Los muebles perfectos para tu cocina por encargo, a la medida de tus necesidades. Infórmate en el 91-762-9876, en Kixen.es o en el Paseo del Molino 6. Y recuerda que Kixen es K-I-X-E-N. -E、Hace 40 años internet era magia. Las películas en VHS. Y la música en vinilo. Los mensajes por carta. Y para comprar había que salir de casa. Hace 40 años nacía Vivienda 2 con el propósito de encontrar tu casa ideal. Gracias por confiar en Vivienda 2 y formar parte de nuestra historia. Desde 1984. En d e c o r m a n hacemos obras, reformas, decoración, viviendas y locales, diseño con imágenes. Todo en una llamada 91 609 3370 o decormán.es. Aves las presenta la gira de los Harlem Globetrotters. Prepárate para vivir un espectáculo único, porque el legendario equipo norteamericano regresa a Madrid con un show completamente nuevo. Esto no es solo baloncesto. Aquí es donde él. ¿Pero qué acaba de pasar? Pasa todo el tiempo. No te pierdas a los Harlem Globetrotters en el Movistar Arena el 15 de mayo. Entradas en m i t a q u i l l a c o m y puntos de venta habituales. David Kampf, buenas tardes. ¿Qué tal, Mercedes?、Buenas、Vamos、tardes. a hablar de baloncesto porque el Real Madrid sobrevive. Y es que las esperanzas europeas esta temporada del Madrid pasan por su sección de baloncesto. Es cuestión de fe, probablemente en un equipo que ha demostrado en los últimos 14 años que tiene el orgullo de l campeón. Y así se vio anoche en el Palacio, victoria ante el o l i m p i a k o s 80-72. Y se tendrá que ver mañana, por supuesto, de nuevo en el Palacio para intentar forzar el quinto y definitivo encuentro en la Euroliga. Se jugaría la semana que viene ese quinto partido en Atenas. Remontar sería una proeza, pero. Nunca se sabe. Nunca Se sabe anoche, hablaba con uno de los mejores jugadores del Madrid e s t e año, Alberto a b a l d e No, hay que seguir luchando hasta, hasta el final.、Eh, mientras tengamos vida, vamos a seguir、eh, luchando. Solo hemos、eh, conseguido un, un punto en la eliminatoria y no hay que olvidarse que estamos a una derrota de, a, de quedar eliminados. Por lo tanto,、eh, buen trabajo esta noche y hay que, hay que descansar, recuperarse y preparar otra guerra el, el jueves. El partido es mañana, 9 de la noche en el p a l a c i o de los Deportes. Aún con la masiva salida por el puente, seguro que se va a llenar. No sé si está abarrotada la caja mágica con el abierto de Madrid de tenis. Alberto Fernando, buenas tardes. Hola, a d a v i d qué tal? Muy buenas. Pues sí, sigue habiendo mucha gente aquí en la Caja Mágica, aunque en esta central Manolo Santana ahora no hay nadie porque estamos sin partidos ahora mismo. Recordemos en esta segunda semana sin españoles, hoy jornada de octavos de final en chicos y de cuartos de final en chicas. Por ejemplo, tenemos ya Mateo Arnaldi en cuartos de final, también a Jack Draper se van a medir junto a los cuatro emparejamientos de ayer. Quedan dos por saber: los que resulta el del duelo Dimitrov y Dialo, l que van a comenzar en apenas unos minutos, y del que en esta central enfrentará luego a Alex. De Miñor y Musetti. En chicas ya tenemos varias semifinales confirmadas. Y Gasbiontech se va a medir a Kory Gov, la estadounidense. Y Svitolina, la ucraniana, está esperando rival. El que salga a partir de las 8 aquí en la central Manosantana entre Sabalenka, la dos veces campeona, y k o s t i u k Y en el Madrid de fútbol, pues entre el futuro de Ancelotti y la visita al médico. Fernando Burgos, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, David Mercedes. Ayer fue operado Antonio Rudiger y hoy lo han sido David a l a b a y Ferland Mendy, el austríaco de una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda que le mantendrá de baja entre 6 y 8 semanas. Y el lateral izquierdo francés de una rotura del tendón proximal del recto anterior en el cuádrice s derecho. En su caso, sí se pierde todo lo que resta de temporada, incluido el Mundial de Clubes. Un torneo en el que tampoco va a estar Carlo Ancelotti. El entrenador italiano negocia su fichaje por la selección de Brasil, pero antes de finalizar. Firmar O anunciar nada, quiere apurar las opciones del Real Madrid para ganar esta liga. Y acuérdate que luego a las ocho y media hay Radio Estadio, porque juega el Barça en ¿no? la Semi de Champions ante el Inter de Milán, el partido de i d a Mañana también hay Radio Estadio, baloncesto, ya lo s a b é s Sí, pues nada, gracias David,、Adiós. hasta mañana. Broker de Remax. Me han aceptado en su equipo como agente inmobiliario. Sin el apoyo de Jaime y de Remax, nunca habría dado este paso. Ahora soy mi propio jefe. Ocho años siendo la elección del consumidor y más de 30 años ayudando a miles de agentes a construir su propio negocio. Emprenden el sector inmobiliario con la marca que más propiedades vende en el mundo. Entra en remax.es. Remax, s remax, í、sí, l o s del globo. Con Audi, el camino se disfruta más. En Audi Retail Madrid siempre estamos a tu lado. Te acompañamos a descubrir el Audi que mejor se adapta a ti, ya sea nuevo o de ocasión, con opciones de financiación flexibles y garantía oficial Audi. Además, nuestro servicio oficial está listo para ofrecerte el mejor cuidado para tu vehículo. Ven a visitarnos en cualquiera de nuestras cuatro instalaciones en Madrid. Más información en AudiRetailMadrid.es. d e s d e hoy h a s t a el domingo, estamos en fiestas. El viernes es 2 de mayo, es día grande. Madrid conmemora el levantamiento del pueblo contra la ocupación francesa en 1808. Y ese mismo día 2 habrá una recreación histórica en diferentes puntos de la ciudad. El Puente del Rey va a ser el escenario principal de los conciertos que arrancan mañana mismo, 1 de mayo, a la 1 de la tarde, con la orquesta y coro de la Comunidad de Madrid que va a interpretar. Grandes títulos de la zarzuela con un recorrido por la música más castiza y festiva. En la realización Fer de la Fuente, buen puente los que lo tengan. Ahora sigue La Brújula con Rafa Latorre. La Brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Son las 8 menos 20, son las 7 menos 20 en Canarias. Esto es la brújula de Onda Cero y estas son las noticias que tienen que conocer hasta ahora para estar bien informados. El Comité de Análisis del Apagón sobre las causas ha establecido el calendario de las visitas a las instalaciones eléctricas por parte del Centro q u i n t o l ó g i c o Nacional, organismo dependiente del CNI, a partir de esta misma noche. Con el beneplácito de las compañías eléctricas, el objetivo es recabar datos para la investigación de las causas del mismo. La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, apunta las energéticas por el apagón y descarta dimitir porque reitera que en su red nada falló. Desvincula por completo el apagón de la alta penetración de renovables en España y c o n Considera un malentendido el choque con el gobierno por descartar un ciberataque. Según ha detectado la Guardia Civil, el gobierno pagó en dietas a José Luis Sábalos cuatro veces su sueldo oficial en dos años como ministro. Cobro como ministro más de 113.000 euros brutos en 2018 y 2019, mientras que en dietas la cantidad ascendió a más de medio millón de euros. Transportes afirma ahora que eran gastos de los viajes del ministro y su delegación. La Guardia Civil ha constatado que ni Google ni WhatsApp han podido recuperar los mensajes borrados por el fiscal general del Estado en las fechas. Clave de la filtración de datos reservados del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Constata también que tampoco hay información relevante entre los 159 correos recuperados del fiscal general. El Partido Popular ha confirmado esta tarde que no apoyará en el Congreso el decreto de aranceles y suspende conversaciones con el Ejecutivo hasta que el Gobierno formalice conversaciones para analizar sus propuestas económicas y políticas. Consideran que la postura del Ejecutivo sigue estática y recuerdan que si deciden cambiarla, que se lo hagan saber. En Oviedo, Decretada la prisión para los progenitores alemanes en la llamada ya como Casa de los Horrores, donde sus dos hijos menores han pasado cuatro años encerrados por sus padres rodeados de basura y sin escolarizar, les han quitado la patria potestad y los servicios sociales se han encargado de los niños. El gobierno de Israel ha declarado la emergencia nacional ante los fuertes incendios que están arrasando las proximidades de Jerusalén. Esta misma tarde, el ministro de Exteriores israelí ha pedido ayuda a España para combatir los incendios tras el desencuentro por la ruptura del. Contrato con una empresa israelí para la adquisición de balas para la Guardia Civil. Y sube la tensión militar entre India y Pakistán. Militares de ambos países intercambian disparos en la región fronteriza de Cachemira. Desde Islamabad se reitera que India atacará su país en 24-36 horas como respuesta al atentado terrorista en la turística localidad de Pajayam, que dejó 26 muertos. Nueva Delhi ha decretado el cierre del espacio aéreo para aviones comerciales pakistaníes desde hoy hasta el próximo 23 de d i de mayo. La brújula con la torre. De la noche a las ocho en Canarias abriremos la brújula de la economía, como siempre, con Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal, querido Ignacio? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente, Rafa. ¿Y de qué quieres hablar en ese espacio de arrollador éxito que hoy además se emite en formato Prime para el selecto oyente que viene a buscarnos y nos encuentra? Entre ellos, los hombres de n e g r o l o s hombres de n e g r o regresan? Sí, los hombres de negro del CNI. A partir de esta noche podrán entrar. En cualquier empresa eléctrica para analizar los programas informáticos y comprobar si ha habido algún hackeo. El ejecutivo sigue así, agarrándose a la teoría del ciberataque, aunque la propia red eléctrica lo descarta y los expertos señalan que es difícil, complicado hackear. 15 gigavatios de energía en solo 5 segundos. La, rápido, bueno, crees, sí, ¿eh? no, es, bueno, se agarran esta línea de investigación, no la abandonan. Esta línea de investigación,、eh, la cuestión es buscar un culpable hasta que asuman lo que le dicen los expertos. Pero bueno, la vicepresidenta tercera y ministra de Energía, Sara h e t s e n por fin ha salido a dar explicaciones.、Eh, también la presidenta de Red Eléctrica,、eh, la exministra Beatriz Corredor, que tan discretamente ha pasado estos días. Pues sí, al tercer día ambas han salido a iluminarnos. Como apuntaba la ministra Agensen, a arrojarnos luz. Así lo ha dicho textualmente. Beatriz Corredor ha salido a los medios a defenderse, a decir que Red Eléctrica ha estado a la altura y que por lo tanto no piensa dimitir. El gobierno no ve claro su futuro. La prueba es que el apoyo del Consejo de Ministros a Corredor ha sido más bien tenue. Mientras daba de plazo hasta esta tarde para que las eléctricas enviaran todos sus datos. Para investigar lo ocurrido en el comité este de investigación que se ha creado.、Pero、lo que también vemos es que hay un cruce de ataques a diferentes fuentes energéticas, mientras los expertos apuntan en realidad a una cuestión de gestión, no de producción, ¿No? de gestión. De gestión, de, de, gestión de la producción, de la oferta, es decir, a red eléctrica. Sí, esto empezó el presidente a, señalando con el dedo, mira qué feo señalar, pero señalaba con el dedo a las nucleares. Pero el presidente de Verdola, Ignacio Galán, ante un grupo de analistas, ha señalado que la responsabilidad de lo ocurrido es de Red Eléctrica. Lo mismo piensa Jorge Sanz, que fue presidente de la Comisión de Transición Energética, que Red Eléctrica es quien controla la gestión, entrada salida de la energía en la red. Algunos atacan a las renovables por un exceso, un exceso de presencia en el MIS. Desde u n e v la Unión Nacional Fotovoltaica, se dice, se dice que les extraña porque. Por la desconexión de dos plantas solares se cae todo el sistema, es que el sistema tiene fallos. Oye, ¿y en la Dana de Valencia no se cayó ninguna, ninguna central.、Eh, claro, sí, se, se quedaron、exacto. muchas zonas sin luz, ¿no?、Eh, exacto, oye. Si el se... mejor sistema europeo no resiste que se caigan dos centrales. ¿Y en la provincia de Valencia tienes, por ejemplo, la central nuclear que la de c o f e r e n t e s Claro. Por ejemplo, y, no, y anda que no hay... no hay renovables en todos los sitios. O sea. Pues mira, y con el kilovatio revuelto como está. Yolanda Díaz ha entrado también en el debate. ¿Sabes para qué? Hombre, para pedir la nacionalización de red eléctrica española. Claro, porque en Cuba, por ejemplo, no hay apagones. Ni en Venezuela. Lo que también sufre alta tensión por los aranceles es el PIB r o o d u c t n t e r r i o r u t o de Estados Unidos. Sí, con la política de Trump, la economía estadounidense sufre de sobrecarga arancelaria y el PIB se contrae un 0,3%. En cambio. En Europa, la actividad de la Eurozona avanza a cuatro décimas, el doble que en el trimestre anterior. Y esto sí que es una sorpresa. Sí, lo es. Y en España, el ministro Carlos Cuerpo mantiene la previsión de crecimiento en el 2,6, a pesar del efecto de los aranceles, que lo estima en una décima. Cuando el PP anuncia que no va a respaldar el decreto a n t i Aranceles y ojo a competencia que última, que ya está ahí, ya está a punto niña, puntito, de aprobar la OPA del b b v a sobre el sábado. Pues muchas gracias, Ignacio Rodríguez Burgos. Aquí te espero a las 9 de las 8 en Canarias. Pues aquí estaremos. En un mundo conectado por las relaciones comerciales, los productos agroalimentarios y pesqueros españoles llegan a muchos países donde son apreciados. Y seguirán exportándose porque son productos tan valorados por nosotros como fuera de aquí por su sabor, su variedad, calidad y respeto por el medio ambiente. Compra lo tuyo, defiéndelo nuestro porque nuestros valores no están en venta. Nuestros productos y servicios, sí. Es un mensaje del Gobierno de España. La brújula. La torre.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 Adiós. Yo me voy a la mutua. Vente a la mutua y además de contar con cobertura anti ocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-55555-91-555-5555555 Condiciones en mutua.es Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 Portantos para enseñártelo. Próxima parada: Iglesia de Villarmentero. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea 105portantos.es. Onda Cero Podcast presenta. Una investigación policial es algo muy parecido a un puzzle. Las víctimas cuentan que las abordó a punta de pistola y las trasladó a otro lugar para violarlas. Un enorme rompecabezas en el que primero hay que buscar los bordes. Su método era ese: raptar a una mujer a punta de pistola y trasladarla a otro lugar para cometer la agresión sexual. Luego agrupar las piezas por colores y texturas. Me hizo madurar como persona, como jefa, como policía. Y finalmente, ir encajando pacientemente. Todos los fragmentos hasta tener la imagen completa. Es、pues、este, es este, al 99%. Es decir, hasta dar con el malo. Mon. Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita, Onda Cero Podcast. Si aún no has presentado tu candidatura a los Premios Mentes AMI, todavía estás a tiempo. Tienes hasta el 30 de abril. Elige una de estas cuatro categorías: pensamiento crítico, creatividad, valores o competencia digital y participa. Más de mil profesores hemos participado ya en los Premios Mentes AMI. Más información en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación a tres m e d i a Colaboran Platino Educa, UniUniversidad y Fundación La Caixa. Nos ha hablado hoy en Onda Cero de la necesaria digitalización de las pymes en nuestro país y del programa Kit Consulting, una ayuda que ha supuesto un avance para ellas, gestionado por Red.es. Lo hemos conocido de primera mano de sus protagonistas, Red.es y la Cámara de Comercio de España, entidad colaboradora del programa Kit Consulting, que ha permitido a alrededor de 15.000 pymes la contratación de servicios de asesoramiento digital personalizado y los trámites. Para su obtención se han simplificado al máximo mediante un proceso automatizado muy fácil y cero papeles sin necesidad de aportar ninguna documentación. La brújula. Por comprensibles、eh, motivos lumínicos,、eh, hemos tenido que desplazar a, hasta hoy, hasta, hasta el miércoles, un día infrecuente.、Eh, la filosofía mundana de Javier Gomá. ¿Qué tal, querido Javier? ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy estás? encantado de, de volver y, con tu ayuda, tratar de iluminar. Bueno, pues tratemos de iluminar. Tratemos de iluminar. Quiero, creo que me quieres hablar de un tema que es muy oportuno, que es la chapuza. Tengo una teoría sobre la chapuza. Que expuse una vez en un artículo y que he contrastado con mucha gente que ha tenido poder económico, poder político y que me ha convencido de que la chapuza es una hipótesis explicativa de cómo funciona el mundo mucho mejor que otras. Bueno, yo también lo creo que generalmente、eh, menospreciamos o infravaloramos o subestimamos、eh, una hipótesis que se, se adivina como cierta muchas veces, ¿no? que es la chapuza. Es que、eh, tiene que ver con la naturaleza humana.、Hmm. Nosotros、mmm, podemos llegar a sentirnos más tranquilos si suponemos que ha habido un ciberataque y, o que ha sido el propio Putin, una persona, a fin y acabo. Quien ha boicoteado el sistema eléctrico. Y mejor eso que la durísima, durísima realidad. La durísima asunción de la chapuza, podríamos decir, ¿no? Exactamente, de que en el mundo, la mayoría de las veces, no hay nadie al mando.、Mm. Sí, o que a veces、eh, las decisiones no las guía la razón, sino otros motivos. ¿no? O, por ejemplo, oportunidad, la ideología, la superstición, cualquier otra cosa. ¿no? Eh, y claro,、eh, asumir la chapuza es complicado, ¿no? porque efectivamente un enemigo permite、eh, galvanizar a la opinión pública. La chapuza no. ¿eh? La chapuza solo tiene una salida, que es la división en política, me refiero. ¿eh? Claro, en, en la política,、mm, por supuesto que es así.、Eh, Pero tiene también una explicación positiva o una、eh, interpretación positiva. De tal manera que no sé si es habitual en todas las regiones de España, pero eh, en, eh, aquí es frecuente decir: Voy a llamar al Chapuzas. Es verdad, al Ñapas. <risa> al artista, para que te solucione qué ha pasado con el grifo o con el sanitario o, o con la bombilla que no acaba de, de iluminar. Y es que, como tú dices. Eh, ha habido, un, Es muy frecuente,、eh, incluso hay gente que dice aquello de yo no me chupo el dedo.、Hmm. Detrás está una conspiración mundial. Se reúnen en Davos y en, dibujan en una pizarra cómo se reparten el mundo cuatro, cinco, seis poderosos. Y、eh, es una tesis que es muy tranquilizadora en el fondo. Es terrible, pero al mismo tiempo es muy tranquilizadora porque piensan que, que hay alguien al volante, aunque sea malo. Pero la realidad es que esos poderosos, si pudieran, sí que nos dominarían.、Claro. Pero no pueden dominarnos.、Mm. Y no pueden dominarnos porque el comportamiento colectivo, la acción colectiva, es tan compleja. Hay tantos intereses contrapuestos. Y además interviene en tantas dimensiones de la realidad, porque puede ser que Iberdrola esté, sea enemigo de Fenosa y Fenosa sea enemigo del gobierno, y en el gobierno el ministro está enfadado con el subsecretario. Pero es que además, a lo mejor el presidente Fenosa está enfadado con su primo o quiere fastidiar al director de, de comunicación. Y además, en el último minuto, viene una enmienda a la ley que nadie había previsto, pero que representa un desmentido de todo lo que se había tramitado antes.、Claro. Y entonces hay un trámite de audiencia y otros dicen algo totalmente distinto que hay que pactar, y entonces se entra en la ley. Es decir, el resultado de lo que uno podría imaginar que es una gestión larga, meditada, reflexiva, analítica de una nueva ley del sistema eléctrico, en realidad es un parche a última hora. Atado a toda velocidad, sin una autoría reconocible, con mil agujeros, y que el resultado práctico es esa confirmación de la imperfección del mundo que en España llama mucha r u e r z a Sobre esto te diré, Javier, que yo t u v e una experiencia que creo que es bastante útil. ¿eh? Eh, nosotros en la radio t e n e m o s un poder muy limitado, ¿no? pero al fin y al cabo a y u d a m o s a conformar la opinión pública. ¿no? Poder blando. Y entonces, sobre todo cuando se produce una cobertura especial, porque ocurre algo de verdad grave. Por ejemplo, el apagón, siempre aparecen las mentes sutiles que creen、Eso. que tú en un momento del directo has dicho algo con una intencionalidad es. oculta pero perfectamente planeada, cuando en realidad tú lo único que quieres es tratar de salir del paso como puedas. <risa> es decir, si pudiera venir alguien a rescatarte, incluso además lo agradecerías. O sea, no, no、eh, planeas nada sencillamente porque no puedes. Sí, es、ejemplo. imposible. Pero bueno, y también hay gente que pensaba que la Biblia está llena de mensajes cabalísticos. Y en mi época, cuando yo era joven, fíjate qué tontería, recuerdo que se decía que、eh, si cogías un vinilo de los Beatles. Sí, y, al revés. Al revés, te sí, transmitía sí. mensajes satánicos. Mira, los Beatles tienen mucho talento, pero tanto. <risa> no, pero hay algo que es una, una tendencia、eh, innata a, a pensar que, que hay alguien que, que, está, que, que está al volante. Pero eso es por, entiendo que es tranquilizador, ¿eh? Sí, digo que es tranquilizador. Es tranquilizador porque lo otro, el de que es una especie como de conglomerado de intereses contrapuestos que van no se sabe muy en adónde,、eh, produce una incertidumbre. La incertidumbre a veces es difícil de soportar. Sí, sí, sí. Ahora bien, ahora bien, antes decíamos que la chapuza tiene ese elemento que yo, por ejemplo, he buscado en otros idiomas y no tienen una traslación fácil. Eh, porque tiene algo también simpático, no es simplemente algo despreciable. Es como un, como una, una,、pues、un canto a la imperfección humana y, por supuesto,、eh, es malo. Es mejor que hacer las, hacer las cosas bien, el gusto por la cosa bien hecha. Pero también tiene una cosa muy buena, que lo hemos estado anticipando. Y es,、eh, lo decía en mi artículo, y esta mañana hablaba con Emilio Lamó de Espinosa. En público hemos tenido una conversación. Le preguntaba si también era su experiencia. Él ha tenido c a r g o s públicos, instituciones públicas, privadas. Me lo ratificaba por completo. Él hablaba como sociólogo de lo que llamaba las, los resultados reflejos de la acción. Los resultados reflejos o no queridos de, de la acción. Y es que en el fondo la chapuza es garantía de libertad.、Uh -huh. Y es que. Es verdad, hacemos mal las cosas. Eso está mal y produce efectos negativos. Pero también hace que sea imposible la servidumbre del género humano en manos de esos, de esos poderosos que tienen muchísimo dinero, redes sociales,、eh, capacidad de influencia. Así que. También es verdad que somos libres un poco porque somos chapuceros. Somos chapuceros. Pero fíjate, la entropía es que es muy, muy difícil de, de digerir, ¿no? El hecho de que, oye, nadie está controlando esto. No, efectivamente, nadie lo está nadie. controlando. Hay que soportarlo. Hay que soportarlo. Mira, la ciudad, Madrid, cuando llegó el apagón, la circulación fue un caos. Pero uno nos explicaba e cómo no se producían más accidentes. No, totalmente de acuerdo. Y luego, fíjate, pensaba yo que había algo así como un cierto civismo latente. Sí, sí. -tú, ¿Se despertó de acuerdo? Sí,、eh, se despertó una conciencia cívica.、Eh, cuando la gente siente que algo realmente grave está ocurriendo, hay una conciencia mínima que se despierta. Y entonces aquellos que generalmente conducen como salvajes, por ¿Ves? ejemplo, de repente dejan paso. Eso. Hay una especie de solidaridad que, en el sentido más. Puro, ¿eh? del término. También porque sabemos que nos conviene. n o Así que、eh, somos chapuceros, pero somos solidarios. Muchas gracias, Goma. Un abrazo. Un abrazo. 8, las siete en Canarias, en Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre. Antes de nada, una noticia de última hora de una gran operación、eh, financiera que está en marcha. Competencia autoriza la OPA del BBVA al Sabadell y deja la operación en manos del gobierno. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, ha aprobado con compromisos la posible compra del Banco Sabadell por el BBVA. Esto abre la puerta a que el gobierno pueda opinar sobre esta operación e incluso endurecer. Las condiciones para llevarla a cabo. Ha sido una larga reunión que ha terminado pasadas las siete y media en la sala de, de competencia, formada por cinco miembros, entre ellos la presidenta de la CNMC, que ha dado luz verde al dictamen por unanimidad, sin ningún voto particular. Este es un despacho de la agencia F que informa de la decisión. De competencia. Y ahora habrá que escuchar la opinión del gobierno respecto de esta operación de compra del BVA por el Sabadell. El gobierno ha movilizado al CNI y lo ha enviado a las empresas eléctricas para que les den toda la información. Allí se personarán representantes de la administración y representantes del Centro Nacional de Inteligencia para recabar datos. Están desesperados en el gobierno por tener un culpable. Cuando lo que todos los expertos le están diciendo es que el apagón fue por culpa de un error de gestión del operador. Del operador, el único que hay, que es red eléctrica, y que no es un operador privado, porque está controlado por el gobierno. Ayer fuimos imprecisos. El gobierno no tiene un culpable. Tiene el retrato robot del culpable, que es distinto. O tiene diferentes preferencias respecto de quién. Podría ser el culpable. Se trataría de una empresa privada, en primer lugar, que movida por la codicia habría desconectado sus centrales porque el precio de la energía estaba muy barato gracias a las renovables. Este sería el culpable perfecto. Lo que pasa es que, como esto no es fácil sostenerlo, hay que tener otras posibilidades a las que acudir. Tampoco abandona la tesis del ciberataque, que esto le permite demorar una explicación, y tampoco deja caer a Beatriz Corredor, y tampoco la apoya definitivamente. Y ta, porque quizás haya en algún momento que convertirla en el chivo expiatorio del desastre. La presidenta de r e c Eléctrica ha hablado después de 40 horas de discreción absoluta. Ha hecho una breve turné por medios muy selectos, como Televisión Española y la cadena Ser, para negar que vaya a dimitir. Allí, Beatriz Corredor ha repetido de forma temeraria que España tiene el mejor sistema eléctrico. De Europa, esta vez ha dicho, al menos ha limitado e l continente, y, y no ha dicho que es el mejor sistema eléctrico del mundo, como dijo aquí en Espejo Público de Antena 3. Aunque en algo sí ha cambiado, ¿eh? la versión triunfal de la exministra socialista y hoy presidente de RCE Eléctrica Española. Si hace unas semanas Beatriz Corredor decía que un apagón total era imposible en España, ahora no descarta que no pueda volver a ocurrir. Porque tampoco sabe con toda certeza lo que ocurrió. Aunque desafiando a toda lógica. Y a la opinión de los expertos independientes, dice que ya puede decir, al menos, que no fue un exceso de la producción renovable lo que ha provocado el desastre. Yo, si tuviera conciencia de que hay algo que yo pudiera haber hecho o que he hecho mal,、eh, la primera que lo plantearía sería yo. Pero es que en esta casa se ha trabajado bien, esta casa ha respondido a la altura de lo que se esperaba de ellos.、Eh, sería tanto como decir que、eh, reconozco que los servicios no funcionado correctamente, no es así. Por tanto. La s respuesta s no, creo que estoy asumiendo correctamente la responsabilidad y no es mi estilo、eh, no dar la cara para responder. La brújula con la torre. Bienvenidos a La brújula. Si se incorporan a esta hora, a la sintonía de onda cero, a ver si conseguimos explicarles lo que está pasando. El gobierno quiere un culpable. Quiere un culpable para ofrecérselo a la opinión pública porque eso le permitiría eludir cualquier responsabilidad en la catástrofe del apagón. Por orden de preferencia, ha decidido mantener tres líneas de investigación que le conduzcan al chivo expiatorio. Insisto, por orden de preferencia. Primero, una compañía privada, una codiciosa empresa que hiciera alguna maniobra para ganar más dinero el día del apagón. El segundo, un ciberataque. Esto nadie lo mantiene ya, pero sirve para demorar una explicación. La tercera sería admitir la responsabilidad de la red eléctrica, que es lo más probable. Pero para hacerlo, Desvincula al gobierno de Red Eléctrica como si nada tuviera que ver. O sea que el gobierno trata de contarles una historia y por eso necesita un culpable. El problema es que esa historia no es creíble y les explico por qué. El primer archivo, la compañía privada. Toda la dramaturgia de estos días pretende ofrecer la imagen del gobierno como un tribunal ante el que comparecen los empresarios de la energía. De ahí la distribución de la imagen de la moncloa de ayer. De los representantes de las energéticas en la Moncloa sentados enfrente del gobierno y el presidente con mirada inquisitorial. Esa escena está muy bien estudiada. Vamos a investigar lo ocurrido, colaboren ustedes en la investigación, es decir, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Ustedes p u e d e que sí. El problema de esta historia es que las compañías dicen que ellas han hecho lo que el operador les ha dicho que hicieran. Un inciso, como les decía que solo hay un operador. La ley no habla de operadores, como Pedro Sánchez, en plural, sino de un operador, red eléctrica. El resto son productores, comercializadores, distribuidores, pero operador hay uno, según la ley del sector eléctrico, título segundo, artículo 30. Bien, las empresas dicen que ellas hicieron lo que el operador, red eléctrica, les ordenó. La que se ha expresado de forma más directa hasta ahora ha sido Iberdrola. Porque es la que se ha sentido señalada con razón. Hoy ha hablado directamente su presidente, Ignacio Sánchez Galán. レステレステレステレステレステレステレステレステレステレ n テレステレステレステレステレステレステレステレステレステレステレステレステレステレステレステレステレステレステレステレステレステレステレステレステレステレステレステレステレステレステレステレステレステレステレステレステレステレステ i ステレステレステレステレ o テレステレステレステレステレステレス Dice RCE l é c t r i c a que ¿qué? dos centrales del suroeste se desconectaron en los fantídicos 5 segundos de las 12 y 33 del día del apagón. Esto lo ha repetido hoy Beatriz Corredor, como la causa que precipitó la fluctuación de energía que precipitó el apagón. Pero es que hasta esto es absurdo y apunta a un fallo de gestión, porque oigan, en el dicen que mejor sistema de Europa se desconectan dos centrales y se va todo a negro. ¿Qué ocurre cuando hay una catástrofe natural que afecta a, a unas centrales? Durante la DANA, buena parte de Valencia se quedó sin luz y no cayó todo el sistema nacional, ¿verdad? Y lo hizo en un día plácido, tranquilo, templado, incluso a las 12 y 33, cuando más previsible es el consumo de energía en España. ¿Por qué el mix del día de hoy es distinto al del día del apagón? ¿Por qué? Cuando es un día bien parecido. o e h r q Bien, por eso todos los expertos independientes apuntan que lo que ha ocurrido es que r e d e Eléctrica cometió un error de gestión. Porque es la encargada de balancear el mix energético y pudo hacer una mala previsión de la oferta de energía en el día del apagón. Esto lo explicaba muy bien Jorge Sánchez, expresidente de la Comisión de la Transformación Energética, en más de uno, en, en Onda Cero. Ayer, con la misma demanda y con las mismas condiciones climatológicas que el lunes. Red eléctrica cambió radicalmente el mix de generación. Despachó mucha menos solar, de hecho la mitad, y mucha más generación firme. Cinco veces más de hidráulica, más del doble de gas. Y además acopló grupos nucleares que estaban parados. Con lo cual se confirma que este viene a ser con, la, con una alta probabilidad el motivo de lo que ocurrió. Esto también lo dice Jordi Sevilla, por ejemplo, expresidente de la red eléctrica, que se está abusando de las renovables, no de la producción de las renovables, sino a la hora de componer el mix. Es un error de gestión, no de producción. Claro, lo que ocurre es que hay una pretensión ideológica, que es la de demostrar que el sistema puede prescindir de la energía nuclear y, en última instancia, que puede nutrirse únicamente de las energías renovables. De ahí esa sobreponderación. Esta es la explicación del disparatado mix del día del apagón con un 78% de renovables. Que la ideología otra vez se antepone a la seguridad y a la eficiencia, porque las renovables son más difíciles de balancear. Esto es lo que dicen los expertos, no s es que nosotros ahora nos las demos de los grandes conocedores del sistema energético y de la ingeniería eléctrica. Pero esto, en esto coinciden todos los、eh, expertos. Lo del ciberataque lo vamos a obviar porque nadie excepto el gobierno lo mantiene. Entonces, ¿qué ocurrirá cuando el gobierno asuma como es probable que la razón del fallo es de gestión? Pues por eso ha puesto un fusible en red eléctrica cuando lo ha calificado como operador privado. Es operador, así lo dice la ley. El único operador, pero no es privado. La SEPI tiene el 20%, el resto de inversores no pueden acumular cada uno más del 5% y la controla el Estado. Por eso el gobierno nombra a su presidente y por eso lo fue Jordi Sevilla, que es exministro socialista, y por eso lo es Beatriz Corredor, que es exministra socialista. Pero esto quizás sean sutilezas corporativas y esto se entienda mejor con una imagen. Acudamos al día del de apagón. Basta repasar ese día. ¿Dónde montó el gabinete de crisis Pedro Sánchez? ¿Dónde trasladó el centro de mando? Sí, a r e d Eléctrica. ¿Desde cuándo el gobierno monta gabinetes de crisis en empresas privadas? No, en un primer momento y con toda naturalidad, el gobierno asumió que r e d Eléctrica era un organismo más de la administración, como la EMET, cuando ocurre una catástrofe natural. Y por eso la primera decisión que tomó es trasladar allí su centro de mando. Miren, esto es lo que dicen fuentes del sector. Si el presidente del gobierno se presenta en Iberdrola, para, en, Iberdrola en Endesa, Para no utilizar el, el mismo ejemplo de antes, se presenta en Endesa el día del apagón. Para montar allí un gabinete de crisis no pasa del torno, porque los italianos le dicen a dónde vas. Red Eléctrica fue a todos los efectos un organismo estatal durante la jornada fatal del apagón. Por eso montó el gabinete de crisis en Red Eléctrica, con toda naturalidad, por eso trasladó allí el centro de mando. Y dejó de ser un organismo estatal cuando se apreció que podía tener alguna responsabilidad en lo ocurrido. Porque aquí todo sea con tal de librar de su responsabilidad al gobierno. El gobierno nombró a la presidenta de Rece l é c t r i c a que además es una exministra socialista, y por eso es natural preguntarle al gobierno si la sigue apoyando. Pero la verdad es que es difícil saber hasta qué punto la exministra socialista cuenta a estas alturas con el apoyo del gobierno para seguir presidiendo r e c Eléctrica. Quizás porque ni la apoya ni la deja de apoyar. Solo la sostiene. Es una presidenta de red eléctrica sostenible. A menos a menos, que encuentren otro culpable mejor. Entonces la apoyarán y si no, la dejarán caer. La vicepresidenta de Transición Energética, Sara a j e s o n ha pronunciado lo más parecido a un apoyo gubernamental a corredor. Pero si quieren ustedes ver la forma en la que hace equilibrios un gobierno para no apoyar ni dejar de apoyar. A una presidenta del que consideran que es un organismo estatal, con mucha razón. Vean ustedes, por ejemplo, la ruda de prensa posterior al Consejo de Ministros de hoy. Pero basta con escuchar a Sara Gessen. Quiero poner de manifiesto desde el principio el trabajo de red eléctrica de todo su equipo, de la presidenta y los técnicos, ha sido extraordinario y por eso pudimos contar con el restablecimiento del suministro.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 Se puede ser calvo o gordo, pero las dos cosas a la vez no. Leo Harlem. Hace unos años saludí a todos por depilaros y ahora por poneros pelos. Jesús Viral. Esto es promoción y hay que aprovecharla. Que la ocasión la pintan calva. Amaya Salamanca. Polículo. Ay madre, pero se、si、parecen tres aleros. María Herván. ¿Te has puesto en trabas? Eva Ugarte. Por los pelos. Esta noche a las 11 menos 10 e s t r e n o en el peliculón de Antena 3. Si te estás haciendo mayor y sientes que tu memoria no es la de antes, cuídate. Toma The Memory Senior. The Memory te puede ayudar porque contiene DHA que contribuye al buen funcionamiento de tu cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory Senior, de Pharma OTC. ¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores. Hago un paréntesis rápido para decir que si quieres sentirte bien protegido, elige el seguro de hogar de línea directa, con el que además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal. Pásate por línea directa.com o llama al 917-700-700. 917-700-700, que si te cambias te bajan el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700, 917-700-700 o entra en línea directa.com. La brújula, la torre, y a las ocho y cuarto, a las siete y cuarto en Canarias, les ampliamos esa noticia que les anticipábamos en la portada. Competencia, autoriza competencia la OPA del BBVA al Sabadell y deja la operación en manos del gobierno. Ignacio Rodríguez Burgos, ¿qué tal? Pues muy bien, pero vamos, hay que decir que ha sido por unanimidad el, el acuerdo. No ha habido ni un solo voto en contra, así que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, que preside Carni Fernández, pues autoriza la OPA del BBVA sobre el Sabadell, justo cuando acaba de cumplir un año. De la presentación de esta OPA por parte del BBVA. ¿Qué ocurre ahora? Pues que la operación queda en manos del Gobierno, que ya dijo el ministro Carlos Cuerpo en diversas ocasiones que ellos, el Ejecutivo, tienen la última palabra. El Gobierno tiene la última palabra a la hora de autorizar la fusión. En términos tanto de forma como de fondo, rechazamos esta operación. Bueno, ahora competencia, lo que hay que ver es el detalle de esta, de esta aprobación. Hay que ver las condiciones que establece la fusión entre el BBVA y el Sabadell. Eh, bueno,、pues、Puede s p u e ser condiciones sobre la, sobre la concentración de dos entidades financieras tan importantes, por ejemplo, en territorios como Cataluña. O, por ejemplo, también las condiciones sobre el crédito a las pymes. Hay que recordar que el Sabadell es uno de los bancos que más negocio tiene en las pequeñas y medianas empresas. El presidente de f o m e n t del Trabal, la principal organización empresarial de Cataluña, José Sánchez Libre, decía. Pues hace escasas horas que se oponía a la operación y además resaltaba que esta operación, esta fusión entre el, el Sabadell y el BBVA por la OPA del Banco Vasco sobre el Catalán,、pues、podría u e s p suponer una resta de 77.000 millones de euros de crédito a las pymes. De cualquier manera. Como digo, la última palabra la tiene el gobierno. Y de ello hablaremos a las 9, a las 8 en Canarias, en la brújula de la economía. Aquí, en la brújula, en horario ininterrumpido, hasta las 11 y media, a las 10 y media en, en Canarias. Eh, luego. Eh... Se desdobla, como s a b e ustedes, la emisión de Onda Cero. El oyente soberano puede elegir escuchar el partido de fútbol de la ida de las semifinales de la Champions, el Barça Inter o el Inter, Inter Barça. No sé dónde juega.、Eh, en cualquier Inter caso. Inter Barça. Inter Barça. El Inter Barça, aquí c o n el radioestadio de Edu García, o quedarse con la brújula. En, es Barça-Inter. Me, me has desinformado. Totalmente.、Eh, Mira, es, es... es que lo mío son las s opas. <risa> los chicos son las s opas. Eso q u e r o e x p l i c a s bien, pero es que esto p a t i n a s Barça-Inter. Bueno, y aquí que seguiremos hasta las once y media. h a s t a l a s diez y media en Canarias. Aquí en la brújula ...en la brújula de c o r o m í a la tertulia, las entrevistas, todo. Aquí los contenidos. Miren, tiene prisa, vaya, qué prisa tiene el gobierno por dar con un, un culpable antes que una explicación sobre d el gran apagón. Claro, esa premura. Es evidente con el rosario de reuniones y, sobre todo, con las actuaciones, con la exigencia a las seis compañías eléctricas con las que ya se reunió Pedro Sánchez, incluida Red Eléctrica, para que esta misma tarde proporcionen todos los datos y todos los registros de sus centros de control para determinar qué sucedió en los cinco segundos fatídicos en los que el sistema eléctrico colapsó. Para ello, el gobierno le ha pedido que den acceso al Centro Nacional de Inteligencia, al CNI, para que éste pueda investigar sus sistemas internos. Se trata de sacar conclusiones, porque dos días después de la crisis e l é c t r i c a seguimos sin traer respuestas, ni una dimisión, por cierto. ¿eh? Ya ha dicho Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, que ya no va a dimitir. Patricia Gijón. Es la hora de recabar información, luego llegará la de las responsabilidades. El Gobierno tiene prisa, 56 horas después, por saber el origen del apagón. Ha pedido información a todos los operadores del sistema para poder arrojar algo de luz sobre lo ocurrido cuanto antes. En principio, esta tarde deberían tener todos los datos encima de la mesa o al menos una información parcial para empezar a estudiarlos en la primera reunión del Comité de Análisis. Pero la ministra de Transición Ecológica prefiere ser cauta y no hablar de plazos. Estamos centrados y volcados. Por eso hemos creado un comité exclusivo dedicado p a r a ese análisis. Nos parece imprudente. Eh, hacer especulaciones,、eh, yo creo que este gobierno tiene que hablar con certezas y con datos. Defiende Sara Agensen la labor del gobierno en el apagón, no se improvisó. Dice: Red Eléctrica hizo un trabajo extraordinario que hay que poner en valor. Su presidenta Beatriz Corredor en la televisión pública, satisfecha con la gestión, no se plantea dimitir porque su red no falló. y Honestamente, si yo pensara que la responsabilidad que estoy ejerciendo no he sabido estar a la altura, yo sería la primera que lo ofrecería. Esta misma tarde, el CNI, el Centro Nacional de Investigación, ha comunicado que acudiría. A todas las eléctricas de España para analizar desde esta medianoche si sus o f t w a r e sus programas informáticos funcionan correctamente. Puertas abiertas para investigar un posible hackeo. La crisis eléctrica ha pillado a los populares en Valencia, donde hoy se ha clausurado el Congreso del Partido Popular Europeo, por el que. Se ha dejado ver, aunque poco, el valenciano Carlos Mazón, además de eurodiputados populares, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. En su discurso de clausura, Alberto Muñoz dijo que España necesita un cambio y que ese cambio está cerca, porque los populares han aprovechado este foro para criticar la gestión del gobierno por el apagón del lunes y por la tardanza en dar explicaciones. Enviado especial a Valencia, José Ramón Arias. En su discurso de clausura del Congreso de los Populares Europeos, el presidente de los Populares Españoles ha asegurado que nuestro país necesita ya un gobierno responsable, como ha vuelto a visualizarse esta semana después del episodio vivido con el Gran Apagón. Un cambio del que ya no dudan, según Fijó, ni los propios socialistas. El cambio está cerca, porque cada vez lo piden más españoles. Y será real. Porque lo construiremos desde la responsabilidad. Las críticas por la ausencia de información, por la ausencia de responsabilidades, han sido múltiples en la jornada de clausura de este Congreso. Tanto el expresidente del Gobierno, José María Aznar, que ha descrito al Ejecutivo como agonizante, como los presidentes autonómicos que se han quejado de la falta de comunicación. Con estos antecedentes, la reunión de esta tarde en el Ministerio de Economía entre el ministro del Ramo y el vicesecretario de los Populares sobre el decreto de aranceles ha concluido sin acuerdo y sin visos De volver a reunirse. Y es que para los populares, uno de los asuntos que la situación de esta semana hacía propicio la reevaluación del cierre de las nucleares, ni siquiera les ha sido aceptado. Miren, Ahora que hablamos de las teorías del apagón, desde luego nuestros vecinos no sospechan que esto sea ni un ciberataque ni culpa de las compañías eléctricas, sino más bien un error de gestión y de balanceo del mix energético. Portugal, por ejemplo, lo tiene claro. Desde luego, lo que tiene claro es que el problema tuvo origen en España y, por precaución, desde ayer ha detenido el intercambio comercial de electricidad con nuestro país. Aunque las interconexiones físicas entre los dos países siguen operativas, no hay actualmente ningún flujo de energía con fines comerciales. La red energética portuguesa espera que esta medianoche se haya estabilizado por completo y, a partir de ese momento, ya pues, se va a estudiar cuándo establecer el regreso a las operaciones conjuntas. También nuestros vecinos portugueses buscan explicaciones ¿eh? para saber exactamente lo que ocurrió. Pero descartan aquellas teorías disparatadas más rápido que los españoles. Asunción Salvador. No ha habido víctimas en el país vecino cuyo sistema eléctrico sigue funcionando por precaución desconectado del mercado español. Lo que sí que hay es polémica. El país está en campaña para sus legislativas del 18 de mayo y todo tema es bueno para el cara a cara entre los candidatos. Y además, esta noche hay debate entre ellos. La oposición, los socialistas, en el caso de Portugal, acusan al gobierno de Luis Montenegro de haber llevado a cabo una comunicación deficiente durante el apagón. Y eso que allí el ministro portugués de la presidencia se dirigió por radio y televisión a sus ciudadanos apenas una hora después del apagón y el primer ministro compareció. Tres veces ese día, la primera de ellas a las tres y cinco de la tarde. Aquí en España tuvimos que esperar cinco horas y media. Para que alguien del gobierno, lo hizo directamente Pedro Sánchez, saliera a darnos algún tipo de explicación. Además, el gobierno portugués ha anunciado que va a investigar qué falló en su sistema y que va a revisar toda la red de comunicaciones, protección civil, salud e infraestructuras críticas. Y hoy ha celebrado el primer debate parlamentario sobre lo ocurrido. También va a debatir la semana que viene al respecto el Parlamento Europeo. La brújula. Israel solicita ayuda internacional para luchar contra los incendios desatados en los alrededores de Jerusalén y que han obligado a la evacuación de miles de personas. Las altas temperaturas y el fuerte viento han propagado con enorme rapidez las llamas en los bosques que se extienden desde Tel Aviv al interior del país, obligando a cientos de conductores a abandonar sus vehículos en plena autopista. Buscamos la última hora. Corresponsal en Jerusalén, Hanaberis. En un día muy especial para los israelíes, el día recordatorio de los caídos en combate y las víctimas del terrorismo, aquí se ha tenido que liberar hoy una guerra diferente. Más de 160 equipos especiales de los bomberos están abocados desde hace unas 10 horas a los esfuerzos por apagar las llamas de los fuertes incendios que estallaron a media mañana al noreste de Jerusalén en los montes de la ciudad. Aproximadamente 10 localidades han sido evacuadas. Numerosos vehículos fueron abandonados por orden de la policía y a veces por iniciativa simplemente de la gente en la carretera central del país, la que une la capital, Jerusalén, con la ciudad de Tel Aviv, porque las llamas se estaban acercando hacia allí. Mientras tanto, se ha confirmado que el Servicio General de Seguridad Chinbet está involucrado en la investigación del incendio por sospechas que hubo aquí un ataque intencional. Hoy tenemos un nuevo mensaje de BVA b para accionistas de Banco Sabadell con, la, con el asunto: un banco que suma. b b v a ha explicado que la unión crearía una entidad más sólida y rentable, lo que permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. Esa cantidad se podría sumar a la que ya están prestando hoy ambos bancos. Este incremento de la capacidad de financiación está sujeto a determinados condicionantes que se preverán.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 Te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche. Y te preguntas. ¿Y ahora qué? Si hay expertos en llenar vacíos culturales, estos son Rubén Amón, Sergio del Molino, Rosa Belmonte, Guillermo a l t a r e s e Isabel Vázquez. Bienvenido al mayor club de lectura, cine, series y música. La Cultureta Gran Reserva. Cada viernes a la una y media de la madrugada. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Conéctate a la actualidad más inmediata, a la información sin distancias de la mano de nuestros corresponsales y enviados especiales, en España y más allá de nuestras fronteras. Por aquí discurre la actualidad del día que se despierta. Corresponsal de Onda Cero en Oriente Próximo, j a n a b e r í s Atención en el. Enviado especial de... Onda Cero es información cercana a pesar de los kilómetros. Es conexión.、Pero、en China, Isabel f u e l o El año de l Dragón, el animal. De... Abrimos otra conexión con la experta en tribunales de Onda Cero, Eva Yamazares. La decisión del TJU en Onda Cero. Contamos con un gran equipo de profesionales para informar desde el rigor, la cercanía y la pluralidad. La enviada especial a Asunción Salvador. Nigeria ya es un excelente socio. El d e f e n s o l en Berlín, p a o l a Álvarez. El de defensa siempre Esto es、bien. lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero, tu radio. A mañanas largas, cafés igual de largos y programas bien cargaditos: de humor, ciencia, gastronomía. De libros, pelis, de historia, de la vida. Leonor Lavado, buenos días. Buenos días, Buenos días, Goyo Jiménez. ¿Qué tal? ¿tú? También nos acompaña Leo h a r l e Hola, ¿qué tal? l José m r o d estáis? ¿Cómo estáis? Pues mira, una merienda estupenda. Este es un p l a m o en el que la receta no se termina de dar nunca. Buenos días a vida, Jorge. Buenos días.、Y、incluso ha habido programas que no hemos dado ni la receta, que es la gracia. ¿no? Aquí comienza la cultureta de los viernes por las mañanas en todas las emisoras de la cadena de Onda Cero, que son una barbaridad de emisoras. Porque más de uno da para largo. Porque una mañana con Alsina s se Nos queda muy corta. La vida sería más aburrida sin más de uno. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes d es de las 6 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Onda Cero. Te dije que hoy cenábamos los dos con mis padres. Ay, no, no, no escuches lo último. Lo siento. Es que tú solo escuchas lo que quieres. Sí, siempre. Con Onda Cero escuchas lo que quieres, cuando quieres y d ó n d e quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio. Perdona, cariño, ¿qué, ¿qué decías?、Ay. Si tu forma de entretenerte en el bus es escuchando conversaciones ajenas, en Onda Cero puedes disfrutar de más conversaciones y debates pensados para ti. Onda Cero, tu radio. ¡Vigor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor. Ocho y media, a las siete y media en Canarias y va a comenzar una semifinal apasionante de Champions. ¿Qué tal, Edu García? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafa Latorre? Muy buenas. Y también empieza un apasionante radioestadio.、Bueno, sí, a ver si se le da bien al Barça, porque ya sabéis que los equipos italianos, aunque vengan un poco así como cabizbajos, es, no, muy, no. es muy difícil a c u n e t a r l o s ya a lo s b El s e Inter, el, cuidado, tiene u n buena pinta. ¿eh? Aquí, el, el, tanto el PSG como el Inter, bueno, el Arsenal ya lo vimos también. En fin, ya nadie, nadie malo llega a semifinales, ¿eh? García, Absolutamente. Más, y menos、sí. a estas alturas donde el instinto competitivo te mueve. Vamos que s i te mueve. Bueno, oye, pues nosotros también nos movemos. ¿eh? El que me busca me encuentra. y Hombre, si no, aquí tiene n a Edu García y todo el equipo de deportes de Onda Cero. Que te den cuerda y luz. Venga. Onda Cero. La brújula. La torre. Pero Vamos a continuar por el asunto del apagón, pero ya en modo análisis. Miren, el gobierno sigue ahí buscando en las empresas productoras de energía el culpable o los culpables del apagón del pasado lunes. Este sería el culpable perfecto para el gobierno, que luego no descarta otras culpabilidades que le podrían venir bastante bien. Por ejemplo, el c i b e r h a c k e o Esto es una redundancia. El ciberataque, el ciberataque que ya nadie, nadie maneja. Hoy ha exigido a las principales compañías el gobierno la entrega de todos los datos relacionados con la súbita pérdida de energía que llevó al colapso del sistema. Y de hecho, efectivos del CNI van a entrar a partir de esta noche en las eléctricas para recopilar toda la información. Y esto cuando todos los expertos coinciden en señalar que donde hay que buscar la causa del apagón es probablemente en la gestión de red eléctrica. Esto lo explicaba muy, muy bien, muy claramente. Esta mañana hay más de uno, Jorge Sanz, expresidente de la Comisión de Transformación Energética. ¿Qué pudo fallar? Pues、una mala gestión por parte de Red Eléctrica. En concreto, programó excesiva generación no firme, solares y eólicas, e hizo un despacho insuficiente de generación firme, en concreto de hidráulicas y de gas. Esto se puede ver perfectamente en la, red,、eh, en la página web de Red Eléctrica, porque a las 12 y media del día 28 había 18 gigavatios fotovoltaicos y solo había 3,5 hidráulicos y 1,6 de gas. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues ante el desequilibrio entre oferta y demanda, Red Eléctrica intenta tirar de la、eh, generación firme que tiene acoplada para que baje carga, pero es tan poca que no le puede dar ese servicio. Entonces, la tensión sigue subiendo, automáticamente se llega a un nivel de sobretensión que no es soportable por parte de las instalaciones de generación, estas se desacoplan de golpe y a partir de ahí Red Eléctrica pierde el control del sistema, arrastramos a Portugal y, bueno, no arrastramos a Francia. Porque los franceses se desconectaron a tiempo. Bueno, y hoy hemos escuchado por primera vez desde el apagón a la discretísima presidenta de Red Eléctrica, que es Beatriz Corredor, que ha escogido de forma muy selecta la cadena serie Radio Televisión Española para pronunciar sus primeras、eh, palabras a la opinión pública y para decir que el operador、eh, actuó correctamente y, y que no piensa dimitir. Nos resume sus palabras, Laura Lorenzo. Ha sido el primer día que hemos escuchado por boca de la presidenta de Red Eléctrica cómo se originó el apagón de este lunes. Lo explicaba esta mañana en una entrevista en Televisión Española. Se produjo una súbita desconexión de generación que provocó unas alteraciones en los parámetros esenciales del sistema, que, como todos los ingenieros que nos escuchan saben, son la tensión y la frecuencia. Al siguiente、eh, segundo y medio se produjo una segunda desconexión masiva de generación. Se volvieron a alterar los parámetros esenciales de equilibrio del sistema. Estas dos desconexiones provocaron que el sistema eléctrico colapsara. Corredor ha explicado que hay que analizar este fallo con más profundidad. Por eso el gobierno dice ha reclamado a todos los centros de control más pequeños que envíen los datos de telemetría y registro y tienen que hacerlo esta misma tarde. Los informes preliminares de red eléctrica indican que no se trata de un ciberataque, pero entiende Corredor que el gobierno quiere hacer una investigación exhaustiva y sobre la posibilidad de que esto se Pueda volver a producir. El riesgo cero en un sistema físico.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 Y va a estar a la altura ahora. Se conocen los motivos del apagón, pero no las causas. Pero sí que ha querido insistir en que no se pueden relacionar con la utilización de las energías renovables. Bueno, y hay un periodista que está siguiendo con mucha atención、eh, todo esto y además lo está analizando muy bien. Y como es además colaborador de La Brújula, pues hemos a, acudido a él. Es Miquel Roche, es director adjunto del Confidencial y ya está por aquí. ¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rafa. A ver, te he leído, te he leído、eh, decir que. <ríe> Beatriz Corredor no está siendo demasiado exacta al citar los informes internos de Red Eléctrica en los que se advertía de un cierto peligro、eh, en el caso de que no se balanceara bien las energías firmes y en las que no son tan firmes. n o Sí, yo, yo la escuchaba esta mañana y, y me ha sorprendido mucho los giros, c i r c u l o q u i o s y equilibrismos dialécticos que ha hecho para decir que lo que ellos mismos, que de lo que ellos mismos avisaron en febrero. Eh, negro sobre blanco, en un informe no decía exactamente lo que, lo que sí decían. Es decir, yo, yo, si quieres, te leo textualmente lo que dice el informe de r e d e y a de febrero, que es que el cierre de centrales de generación convencional, como las del carbón, el ciclo combinado y la nuclear, implican una reducción de la potencia firme y las capacidades de balance del sistema eléctrico, así como su fortaleza e inercia. Esto es literal. Y podría aumentar el riesgo de incidentes operacionales. Pues,、eh, chico, la, la, la presidenta de Redella nos quería hacer explicar esta mañana que ese informe no decía exactamente eso, que eso es algo que se publica、pues、porque, porque, mira, porque hay que publicarlo, pero que realmente no, no es así. Pero desde luego es inequívoco en sus términos, porque además coincide con lo que dice, por ejemplo, el expresidente de, de Red Eléctrica,、eh, Jordi Sevilla. Sí, añade incluso que pueden afectar al suministro y a la reputación de la empresa. Pues mira, tal cual. Fíjate. Oye, recordaba yo antes que hay una trampa ¿no? dialéctica en el, en el discurso del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando habla de los operadores privados. ¿no? Uh -huh. eh, ya es bastante difuso ¿no? uh -huh. que esto de los operadores privados, pero es que además la ley del sector eléctrico señala que hay un operador. Un operador, que es Red Eléctrica, y el resto son comercializadoras, distribuidoras, productoras, pero el operador es Red Eléctrica, que además no es privado. Y prueba de ello es que el gabinete de crisis lo montó el gobierno allí en Red Eléctrica. Sí, lo, luego, a ver, uno puede agarrarse al argumento ¿no? de, de decir, bueno, es que solo el 20% del accionariado es. Es, privado, ¿no? y el es público r i v a d o es p y el 80% es privado. Pero claro, eso sería eh, eh, quedarse solo en, en, el, en, lo,、eh, ¿no? en, en lo que sería la, la, letra, la letra grande. Pero cuando tú, tú miras. De quién depende realmente Redella, que realmente desde hace、eh, cuatro o cinco legislaturas la preside un exministro del gobierno de turno, y aquí no es que sea una cosa de, del gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, no, no. Eh, eh, to, todos los, o sea, desde José Folgado, que, es, que, que era, había sido secretario de Estado con el Partido Popular, fue el presidente de r e d e l é c t r i c a luego vino. Eh, Jordi Sevilla y luego vino eh, eh, Beatriz Corrador. Entonces,、eh, luego tú miras el Consejo de Administración y tres de los doce miembros los, los, los nombra la SEPI. Luego tú miras de dónde vienen los ingresos de Redella y de dónde vienen. Pues de lo que diga el BOE. <risa> o sea, el BOE es quien tasa、eh, directamente lo que, la rentabilidad de las inversiones que va a tener que hacer Redella. Entonces, al final,、eh, querernos hacer ver que esto es una compañía que opera、eh, libremente. De forma privada y sujeta so solo a los estímulos del mercado, es、eh, realmente una tomadura de pelo. O sea, Rede ya está totalmente controlada por el gobierno de facto y, y basta ver un poco la cúpula directiva de quién, quién está ahí.、Claro. Oye, oye, esto es, es un juicio de intenciones, ¿no? pero yo confío mucho en tu juicio. ¿Tú por qué crees que tardó tanto Beatriz Corredor en aparecer ante la opinión pública y ofrecer, si no una explicación, al menos un esbozo? Pues, pues, sinceramente, no lo sé. Yo creo que ahí, en una situación de esta de crisis, pues、eh, a ver, a todo lo pasado, siempre a todo el mundo se le pueden ocurrir mejores formas de actuar. Pero, pero yo creo que primero pues tendría, pues no sé, es que decidir escudarse en los técnicos y, y ver un poco cómo, cómo evolucionan los acontecimientos. De todas formas, a mí. Más que el timing, que me parece desaf desafortunado el hecho de haber aparecido 45 horas más tarde, lo que me parece un poco perverso es, lo que es decir que el, que el problema es que se desconectaran las plantas. ¿no? O sea, es decir,、eh, el, el hecho de que se desconectara la, la capacidad de, de generación. Eh, el hecho de, de querer decir que eso fue lo que causó el problema, cuando realmente las, pla las plantas se desconectan por un problema previo de la red.、Claro. Es decir, las, la desconexión de las plantas no es, no es la causa,、uh -huh. es la consecuencia de los problemas. Entonces, querer invertir el, el, los términos aquí es un poco hacerse trampas al solitario y querer culpar. A los, a los productores de energía de algo que realmente ha sido un, un problema, o que al menos todo apunta, aquí es un problema de red, del cual, por cierto, se había avisado y había habido precedentes en las, en las semanas y meses anteriores. Y bueno, y la propia red eléctrica, que lo había dicho negro sobre blanco en sus informes. Bueno, es muy interesante, por cierto, un análisis que publica el Confidencial de Carlos Sánchez, ¿no? que habla de una interpretación técnica de las razones del apagón. ¿no? Y dice: Oiga, las casas últimas del apagón se conocerán. Pero la saturación de la tensión de la red aparece como la causa más probable. Es decir, no funcionaron los estabilizadores automáticos, ¿no? Porque los gigavatios no desaparecen, como decía Pedro Sánchez. No, lo que ocurre、sí. es que se produce un desacoplamiento que no es lo mismo, ¿no? Claro, al final ahí lo, lo que tenemos es que ha habido un sistema. A ver, y, y luego no nos engañemos, también hay que reconocer que cada energía tiene su punto fuerte y su punto débil. Las renovables tienen muchos puntos fuertes: pues que son baratas, no contaminan. Y, y, pero también tienen alguno débil, que es que, pues, por definición, no puedes confiar al 100%、eh, claro. en ellas. Entonces, tú necesitas unos mecanismos de estabilización. Si, si no está mal apostar por las renovables, pero no puedes, no, se ha demostrado que no puedes, al menos con la red que tenemos ahora, apostar al 100% por ella. Necesitas unos mecanismos que estabilicen y que, y que actúen en función de, de, cuando, de, de giros inesperados de la, de la demanda. Entonces,、eh, al final, para mí la, la lección es bastante clara. Lo que pasa es que el, el ataque preventivo que está haciendo el gobierno, ayer、sí. Pedro Sánchez en su explicación, eh, eh, o el primer día, parecía que la nuclear tenía la culpa. De, de lo que había pasado. Sí, sí, directamente.、Eh, sí. Entonces, fue, la, fue la única mencionada. c l a o sea, claro, Ciclo claro, combinado, claro. por ejemplo. Que、sí. Entonces, que es realmente una de las tecnologías que, que, que puede estabilizar, igual que los ciclos combinados, o igual que carbón, que, es, que son tecnologías que pueden estabilizar la red en estos momentos, pues sale como una culpable. Y no es casual, porque claro, ahora se viene un, un debate político, o llevamos unas semanas intensas con un debate político sobre si hay que prorrogar o no la vida de, de las nucleares. Entonces, claro, lo que no. Quiere el gobierno es que parezca que、eh, la decisión que está tomando de, de cerrar los nucleares pone en riesgo la estabilidad del sistema, que es exactamente lo que estamos viendo que podría pasar y de lo que, por cierto, Redella, insisto, viene advirtiendo en sus informes.、Claro. Por cierto, es muy interesante analizar y comparar el mix de hoy, un día como el de hoy, o el de ayer, no demasiado diferentes, ¿no? Del, del día del apagón con el del día del apagón.、Eh, Miguel Roch,、eh, director de adjunto del Confidencial, colaborador ilustre de la Brújula de la Economía, ya te dejamos disfrutar de esta tarde, es decir, te dejamos seguir trabajando.、Eh, venga, Miguel, hasta luego. Muy bien, un abrazo, Rafa. La Brújula. La Torre. Y ahora vamos a hablarles del primero que se propuso como nuevo Papa de Roma. No es una broma, ¿eh? Fue Donald Trump. Ha sido por el momento el único que dijo que sería un buen Papa. Ningún cardenal se ha atrevido a tanto. Es verdad que Donald Trump tiene un buen concepto de sí mismo, ¿no? Y también de sus 100 primeros días de gobierno. Se han cumplido 100 días de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Quizás serán los 100 días más frenéticos de mandato alguno de un presidente de los Estados Unidos. Y el protagonista pues, lo ha celebrado. Lo ha celebrado, pues, como saben. Dicen que son los mejores primeros 100 días de cualquier presidente en la historia y acabamos de empezar. Aún no habéis visto nada. Semana a semana estamos acabando con la inmigración ilegal. Recuperando nuestros puestos de trabajo y protegiendo a nuestros trabajadores del automóvil y a todos. Les estamos protegiendo todos. Vamos a saludar a nuestro profesor de Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, eh, eh, Donald Trump dice, dicen, dicen, siempre utiliza esas frases n o sin sujeto. Sí, sí,、eh, sí. ¿Quién el, dice esa... eso? Pues bueno, dicen. Bueno, va, vamos con un dato, por ejemplo. La popularidad de Donald Trump ha caído en picado desde que ganó las elecciones. Hay una encuesta de la CNN que dice que la aprobación de Trump es del 41%. Esto es. La más baja de cualquier presidente en 100 días, desde Dweight e Eisenhower, ¿no? Es realmente.、Um, es la enorme distancia entre lo que él piensa de sí mismo y, y la realidad. ¿no? La realidad es que、um, un presidente que efectivamente ganó las elecciones de forma clara,、eh, en estos 100 días de. De caos, de corrupción, de incompetencia, de b i l e z a pues ha visto como、eh, alguien que se supone que además había ganado las elecciones en las gasolineras y en los supermercados. Efectivamente, como esa especie de mandato para hacer las cosas mejor y no para, digamos, desmontar pieza a pieza el Estado de Derecho y la democracia en Estados Unidos, pues está pagando un, un, un precio muy alto en las encuestas. De todas formas, Uh, los números que hay también hay que mirar es que le quedan todavía 1.360 días en la presidencia de Estados Unidos. Sí, sí. Bueno, él dice que no renuncia a e s p e r a r un tercer mandato, o bueno, eso, eso ya se verá. Bueno, es parte de, del troleo, ¿no? Eh, eh, un tercer mandato es,、eh, no cabe en la Constitución. Eh, habría que reformar la constitución y eso significa supermayorías en las dos cámaras y, y cuatro quintas partes de ratificación por parte de los Estados de la Unión. Ese respaldo no lo hay ni para la pizza ni los vídeos de gatitos, <risa> mucho menos para un tercer mandato. Pero bueno, él lo repite.、Eh, ¿Qué es lo que consigue? Pues、eh, consigue p o n elevar r e la tensión emocional en algunos en alguna parte del espectro político. Consigue.、Eh, Que nadie aspire a, a, la, a, a relevarle, a, a, sobre todo cuando las encuestas levantan mal.、Eh, es bastante eh, efectivo, eh, digamos, como táctica política de, de ese controleo continuo. Y ahora quiero ser papa, y la presión del agua de las duchas, sí, y, y, y por qué no hacemos desaparecer gente en El Salvador. Y、eh, es realmente. Esta mezcla de ya, ya os digo, de, de, de agresividad, de, de subvertir el orden constitucional, de no respetar la separación de, de poderes,、eh, la idea de que. La... Es verdad, todos los presidentes han intentado maximizar a su manera el poder ejecutivo, pero lo que hemos visto en estos 100 días. Es、eh, muy difícil de, de asumir. ¿no? Entre, entre la motosierra y el rotulador grueso de las órdenes ejecutivas, realmente, yo creo que en algún momento tendremos que empezar a hablar de daños permanentes. En,、claro. En la democracia claro, de Estados y, Unidos. Y en su propia administración, ¿no? Porque、eh, esto es una constante también en el mandato de Trump. ¿eh? hay mucha gente que se enajena inmediatamente ¿no? de lo que ahí está ocurriendo y se va, ¿no? Y hay una rotación muy grande en, en los cargos. Pero ya se ha enfrentado a algunas crisis políticas bastante profundas. ¿eh? La crisis del Signal, del signal de Signal. Y lo más, desde luego, ya no está、eh, demasiado unido afectivamente ¿no? a, a, este, a este mandato. Esto, este tema de los aranceles, le, ¿le parece que es un, que es un dislike? Tú, ¿Tú crees que es la economía lo que puede de verdad dañar a Donald Trump? Es decir, si suben los yo, precios. Yo creo que sí. Y, y, y hasta en las manifestaciones que hemos visto en diferentes ciudades de Estados Unidos,、eh, vemos todavía, pues, demasiadas banderas arcaoíris, demasiada guerra cultural, demasiado、sí. elemento identitario. Yo creo que cuando la gente empieza a salir, pues, con. Con sus inversiones en bolsa para la jubilación que han caído en picado, o que empiece a aumentar el desempleo, que los números,、eh, la contracción ya,、eh, los datos que han salido publicados hoy, eh, tres, eh, tres décimas para atrás, n o、eh, de una economía robusta que no tenía por qué ir para atrás de ninguna de las maneras. Entonces, yo creo que eh, aquí eh, yo creo que el, el dolor es muy real. Pues ahora parece que sí. ya se ha se Después o comunicación. la d de algunas dificultades, esta vez se ha caído definitivamente la comunicación con Pedro Rodríguez. Bien interesante lo que estaba diciendo. Lo bueno es que algunas de las conclusiones, pues yo creo que ya les han quedado a ustedes claras. Vamos a establecer otra, otra conexión con otro lugar del mundo que es el centro de la noticia. Es bastante improbable que Donald Trump, a pesar de haberse propuesto, vaya a ser el próximo Papa de Roma. Entre otras cosas, porque Donald Trump no es católico. Pero bueno, él desde luego no se para ¿eh? en su ambición. En cualquier caso, quién será el Papa de Roma lo decidirá. Un conclave un conclave de cardenales con la guía, ojo, del Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo quien decide, esto lo aclaramos siempre. Hay muchas confusiones respecto de lo que ocurre ahí en el, en el conclave. La gente dice: ¿es que no se puede equivocar? Ah, no, sí, claro. Los cardenales son humanos y se equivocan. De hecho, Josep Ratzinger, Benedicto XVI, consumado teólogo,、eh, reconoció que algunas decisiones del conclave habían sido desacertadas. Y es porque a veces uno no atienda las señales como es debido. En cualquier caso, Roma es pues, un hervidero de peregrinos. ¿Qué decir cuántos periodistas están allí acreditados mirando a la, a la fumata blanca? El día 7 comienza el conclave. Allí se encuentra Chapo Pablaza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chapo? Muy bien, Rafa. Aquí en la ciudad eterna. La ciudad eterna.、Eh, bueno, que, que, primero dime qué es lo que estás viendo estos días, ese ambiente. Eh, eh, hombre, hay una enorme atención, ¿no? Entiendo. Este sí que es un gran acontecimiento mundial. Sí, efectivamente. Hay en la oficina de acreditaciones de la Santa Sede, pues el taco de acreditaciones llega, pues no sé cómo decirte, pero hay cientos por recoger, más los cientos de periodistas que ya están aquí. Las grandes televisiones de, de Norteamérica van con sus furgonetas negras de, de reporteros y presentadores que cobran cuentas millonarias. Y bueno, este es el、sí. centro de, actualmente periodístico del mundo, ¿no? Pero, sin embargo, la, el Vaticano no ha modificado demasiado su, su natural excepcionalidad, ¿no? Es decir,、sí. que uno、eh, espera llegar aquí y encontrar pues, un gran duelo por. Por el Papa Francisco, que, y, y, y, y plañideras, y bueno, y todo, crespones, y las banderas es, es verdad que están a media asta, y que ya se venden imanes de Francisco, pero por、bueno. el resto de cuestiones sigue siendo como siempre. Vamos a ver, es que. Luego nos sorprendemos de que elijan a un papa católico, n o como se suele decir, pero es que llevan eligiendo papas en el Vaticano desde hace mucho tiempo. Eso significa que、claro. han asistido a muchas muertes de papas. n o Y todo lo que a nosotros nos parece en nuestro adanismo, n o como algo novedoso, pues、eh, en, en una religión,、claro. además con pretensión de eternidad como es la religión católica, pues, pues nos sorprende tanto, claro. claro. Son tiempos ha distintos. Tantas veces, ¿no? Pero esa es, la, esa es la gran escala, yo creo que diría que, que siente todo el viajero que llega a Roma, n o que es perderse como un punto en, el, en, la, en la eternidad de los, de los milenios, de los siglos. n o Con lo cual, bueno, pues aquí efectivamente cuando se habla con los religiosos, so, le dan menos importancia, da, dándole por supuesto importancia, están menos preocupados, diría yo, que los naturales enemigos de la iglesia. Sino que aquí dicen: bueno, pues hubo un Papa, y hubo un Papa conservador, y hubo un Papa más progresista, y vendrá otro, y de alguna manera la barca de San Pedro seguirá siendo la barca de San Pedro. la Maneje quien la maneje, ¿no? Oye, no te voy a preguntar por quinielas del cónclave ni nada parecido. Me parece el ejercicio más absurdo que se puede hacer.、Eh, de verdad, es ridículo. Nunca jamás las quinielas han acertado en lo que se refiere al cónclave. Nadie sabe nada de lo que allí va a ocurrir. Ni siquiera saben cómo se toma esa decisión. Y aquí todo se lanza a hablar del filipino. Del... Siempre hay uno negro.、Si、ve, de, de esto llevamos esperándolo, no sé, desde el principio de los tiempos, más o menos, desde Pedro,、eh, pero nunca, nunca. Llega, bueno, en fin, ya veremos si esta vez sí. En cualquier caso, sí, cuando l l e g u e y elijan, les diremos, ha sido este, ¿saben? Ha sido este, no vamos a anticipar quiénes son. Pero、eh, sí te voy a preguntar、sí. por una cuestión, ¿no? A mí me, me、uh -huh. divierte mucho、eh, todos estos días quienes le dicen a la iglesia a quién tiene que elegir, ¿no? Con, con una gran,、claro. oye, con unas grandes pretensiones, ¿no? Como decir, oye, esto es lo que tienen que hacer, ¿no? Que es bastante curioso,、claro. ¿no? Y, y el, es curioso porque. Eh, aquí se ve, es, lo, es un poco lo que nos está diciendo y lo que a mí me, me ha dicho la ciudad, digamos, un poco, es, es eso: es decir, que, que los más preocupados por quién va a ser el, el próximo Papa son los que de natural no acuden a una iglesia para nada y que mañana o antes de ayer estaban criticando a la iglesia, que es una institución de la que nunca formarán parte. n o En realidad es algo que. Salvo la elección de una persona que tiene mucha influencia en el mundo y es un jefe de Estado, les debería resultar absolutamente accesorio. Pero en cambio,、eh, la preocupación es mucho mayor en los platós de、sí. las televisiones de otros países que aquí en la calle. n o eso, eso funciona siempre. Pero fíjate, hoy ha habido un detalle en que a mí me ha llamado la atención、eh, que refleja un poco cómo sí、si、que. Eh, está intentando los cardenales solucionar o soslayar de alguna manera o reducir el asunto de la elección o el dilema entre continuista progresista o un, o un sumo pontífice más conservador. n o Y es que en la congregación de cardenales,、eh, según la nota que ha mandado la prensa de la Santa Sede, decía que uno de los temas que habían estado tratando. Era、eh, la eclesiología y cómo la polarización había hecho daño a la iglesia.、Amén. Yo creo que en eso seguro que están todos de acuerdo, lo que pasa es que unos pensarán, cada uno pensará que el polarizador es el otro, ¿no? o、claro. eh. Eh, esto su, suele ocurrir también en la, en, en la política laica, digamos.、Eh, en, en decía sí, sí, estoy igual. el otro día Cristian Campos, era bastante divertido. n o、eh, Eso que d i c e bueno, qué horror la Semana Santa,、no、sé qué, pero el, el, la iglesia debe elegir, y dices: bueno. Claro. Digo yo que, como、claro. mínimo, ¿sabes?、Eh, conviene p r o g r e s a r la fe para decir lo que debe elegir la Iglesia, y, y resulta que ni siquiera eso es, es lo, que, lo que debe ser.、Eh, oye, de, y todos estos días,、eh, hasta que llegue el c o n c l a v e ¿cómo se te plantean? Porque bueno, entiendo que, que llegará un momento en que la, la espera ya se agotará, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, es que ahora mismo pues,、eh, las cosas siguen adelante. Y, y bueno, pues más o menos el Vaticano sigue siendo el mismo dentro de, dentro de la excepción de que hay,、eh, pues no sé cuántos miles de periodistas acreditados, y que todas、mm, esas estructuras que se llaman perentóreas,、sí. que son pues todos los、eh, andamios para televisiones y todas esas cuestiones, y luego toda la seguridad, sigue puesta en marcha, pero por lo demás, claro, naturalmente se agotará la espera. La Hay un. Pues hemos perdido también la comunicación. Ya ve que tenemos problemas con las comunicaciones. Afortunadamente,、pues、ocurre justo al final de nuestras conexiones con nuestros colaboradores y enviados especiales. Bueno, ahí se encuentra Chapo Pablaza.、E、iremos conectando con él porque aún quedan días para el conclave. Y luego el conclave dura bastante, generalmente. ¿eh? Es decir, no hay una votación a la primera y de repente、pues、sale ahí el, el, la fumata blanca y ya hemos decidido quién es el Papa. Oye, Chapo, nada, que me estaba aquí enrollando, que, que te dejo seguir trabajando y haciendo tus reportajes para BC y que nada, que vaya bien, ¿eh? Aquí estamos para, para hablar cuando queráis. Venga, pensaba que me ibas a decir: siempre amanece. No, eso ya luego a la noche. Siempre amanece. Eso te lo digo luego, d e s d luego. e a la、habernos. noche. Luego a la noche. No, vale. Siempre la... amanecen. día ¿no? Eso es. Vamos con la brújula de la economía. Acero, La Brújula, Rafa Latorre. Las 8 en Canarias comienza en formato Prime. Esto es sin interrupciones para el oyente selecto, el que ha saltado todas las barreras tecnológicas buscándonos y nos ha encontrado, y e l que apreciamos especialmente por ese esfuerzo que se toma por escucharnos. La brújula de la economía, espacio de arrollador éxito que cuenta con ilustrísimos、eh, colaboradores, como el profesor Rodríguez b r o w n ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches, a pesar del gobierno. Te echamos de menos el lunes. Yo había advertido ya de mí. No, o sea, es que decía, antes del apagón. Es、antes. verdad, es verdad que nos íbamos a ir a alcanzar. Ahí está. Entonces tenemos planificado un、Ahí、programa algo、estás. distinto. Y por eso,、eh, pues el profesor Rodríguez p e r r a ó n faltó a su cita con la audiencia, pero él hubiera venido, vamos, aunque, aunque tuviera que, que secuestrar un autobús para ir. Exactamente. Llegar. O sea,、no、Bien Qué día, eh. Ingrid Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Oye, no tenías vuelo desde Ámsterdam, ¿eh? no me engañes. No, no, no, no, no. no. ¿Ah? Tenía vuelo desde la pantalla del ordenador dándole al F5 con la CNMC. ¡Ay, es verdad! ¡Claro! ¡Ay, es que hay noticia de alcance! Y entonces, claro, en la redacción vuela, de 20、vuela. minutos, pues le la apretan las tuercas a sus redactores. Y quien llega tarde, pero sin ninguna excusa,、pero、porque no tiene nada e porque... Es José Carlos Díaz. José Carlos Díaz, ¿Qué que tal? Que ¿Cómo sí, estás? He tenido un apagón <ríe> Diría, con cualquiera diría, bueno, son las 9, esto no ha sido una sobremesa, excepto con José Carlos Díez, claro, donde no hay que descartar、claro. que una sobremesa l a haya conducido hasta,、pues sí. hasta tarde. n t a Es una sobremesa, p u e s p r e p á r e n s e e r c u p e r á n d o lo del lunes. Pues prepárense, prepárense, porque va a ser una buena brújula de la economía. ¿eh? Ya se lo puedo anticipar, porque cuando viene de sobremesa José Carlos Díez, cualquier cosa es、cuando、imposible.、No、Dios mío, ahora mismo el gobierno ya ha activado todos sus terminales. Lo raro es que no se aparezca por aquí el CNI, como en las compañías una eléctricas. Para investigar a José Carlos.、Mm. Ay, el、sí. mejor amigo del hombre, profesor. s h i v a m o s a buscarlo、sí. en las eléctricas. ¿Y el segundo mejor amigo del hombre? e El calamar. El cal Ay, Por su t i n t Bendito animal.、Ay. Todo lo nubla con su tinta.、Mm. La mirada cítrica de nuestro Fijo entre los Discontinos, u Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal, querido Ignacio? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí con los semáforos, ahora que ha vuelto la luz, pues con los semáforos ahí controlando el tráfico de noticias que, bueno, se acumulan. Pues te digo una cosa: las ciudades.、Eh, Se manejaron bien. bastante bien. Sí, sí, la verdad es que. Nosotros que algo, no estamos acostumbrados a una conducción tipo Bombay o Kinshasa,、eh, en Madrid se produjeron pocos accidentes.、Eh, pues, hubo una autorregulación bastante sabia de la Madrid, gente. En Madrid, en Barcelona, esa, en las grandes ciudades, sí, sí, sí. Ese, esa, civismo, a eso se le esa llama esa civismo. Percepción, esa conciencia mínima, ¿eh? después de la percepción de algo excepcional ha ocurrido y tenemos que comportarnos bien, ha llevado que gentes que por lo natural y. y, y Cotidianamente conducen como salvajes, pues cedieran el paso, incluso el, cuando todo Madrid era como el nudo de manoteras, cuando todo Barcelona era como la yonquera.、Uh -huh. eh, esos、Exacto. míticos lugares que siempre resuenan en las crónicas de la DGT. Eh, venga, eh, pues mira, cedemos el paso a la última noticia de la Comisión de la Competencia que autoriza la OPA del BBVA sobre el Sabadell y lo hace por unanimidad. Era lo previsible, esta luz verde. Ahora la clave está en las condiciones, en los detalles, en la letra pequeña, en especial todo lo que tiene que ver con la concentración de la entidad resultante en territorios como Cataluña y Valencia o en negocios como en el crédito a las pymes. Por esta razón, el presidente de Fomendel t Trabal, Sánchez Libre, se oponía a la operación. Si esta OPA prosperara, las pequeñas y medianas empresas probable, probablemente podrían perder alrededor de 75.000 euros. m i l l o n e s El BBVA acepta las condiciones, pero la última palabra la tiene el gobierno, y claro, algo tendrán que decir los accionistas y habrá que ver con detalle esas condiciones. Sobre la concentración de negocios, los cajeros y los créditos a las pequeñas y medianas empresas. Y si escuchan ustedes esta bella sintonía de las películas de James Bond, es porque la otra noticia de la tarde es la reunión del Comité de Investigación del Apagón en la Moncloa. Oye, ni uno que no sea del gobierno, ¿eh?、En、el Comité Independiente, ¿eh? Un, claro. Presidido por Bolaños. Claro, ministro, O sea, fíjate、sí, qué independiente es, que lo preside Bolaños. Bueno, fíjate, esto es como el operador privado que preside un a e x m i n i s t r a socialista. Ahí, ahí. Y dice, ¿pero quién ha nombrado a la presidenta de Red Eléctrica? <risa> comité、ah, de expertos. Claro, que si consideramos que Red Eléctrica es un operador privado, ¿cómo no vamos a considerar que un comité presidido por Félix Bolaños es, es un comité independiente? p e r o solo falta, ¿no?、Yeah. Obvio. Claro. Bueno, y luego está lo del CNI. Sí, el kilovatio siempre agitado, nunca revuelto. ¿Qué diría j a m e s Bond y ahora el CNI? Los hombres de negro del CNI, los James Bond españoles, podrán entrar en las empresas eléctricas a partir de esta misma noche para analizar sus ordenadores, sus programas, sus sistemas informáticos, para investigar si ha habido intrusiones, pirateos o hackeos, como explica la vicepresidenta tercera, Sara Aguesse. Totalmente puertas abiertas para que los equipos podamos acudir, como decía, incluso a las instalaciones, a las empresas, para conocer también si sus software, sus equipos. Están funcionando adecuadamente y no hay ningún riesgo. Y después de todo esto, dice el Gobierno que no va a trasladar teorías a la opinión pública. A la vez, el Consejo de Ministros ha dado un respaldo más bien tenue a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. No, no va a trasladar teoría s y, y mantiene el hackeo, por ejemplo, que es el único que la mantiene viva, ahí con el respirador puesto. c l a r o El respirador, qué ironías.、Eh, el gobierno estira la tesis del ciberataque mientras Beatriz Corredor asegura que Red Eléctrica ha estado a la altura. Sí, dice que Red Eléctrica ha estado a la altura en el apagón. Ahí está la respuesta: cómo se recuperó la luz y que ella, por lo tanto, pues, no piensa conjugar el verbo dimitir. Si asumo siempre las responsabilidades que se me confían al más alto nivel.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 Lo decía en más de uno, y Jorge Sanz, bueno, de esto sabe, porque fue el presidente de la Comisión. De transición energética. Una mala gestión por parte de Red Eléctrica programó excesiva generación no firme, solares o eólicas, e hizo un despacho insuficiente de generación firme. Se llega a un nivel de sobretensión que no es soportable por parte de las instalaciones de generación, e s t a s se desacoplan de golpe y a partir de ahí Red Eléctrica pierde el control del sistema. s á n c h e z Galán, el presidente de Iberdola, dice que Red Eléctrica debe clarificar la cuestión. Por su lado, los fotovoltaicos. Se defienden. Se extrañan que toda la red española se derrumbe porque se desconecten dos instalaciones en Extremadura. Por su lado, Yolanda Díaz reclama. Reclama q u e la nacionalización completa caro, de la red eléctrica. s e ¡Vamos! paró <risa> ¡No, no, m e no! ¡No, v a no! ¡No, e n Cuba n o no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! o n e no! ¡No, i o ¡No, no! ¡No, m o ¡No, no! ¡No, n a n o no! ¡No, no! ¡No, n e n o no! o n e r o n y, y v i e r o n a g l o m e r a c i o n e s a l r e d e d o r de, p o r e j e m p l o el IKEA. a p o r qué? p o r q u e t e n í a u no! o i f n a b i e r t o n o ¿A qué le recordó esto? A la Plaza de Trinidad, claro. ¿Por qué? En La Habana. Claro. Sí, porque es allí donde se reúne la gente y dice: ah, bueno, sí, es que aquí hay wifi. Claro. Claro. Y ha dicho Maduro hoy que ya España es amiga suya, pues que nos asesore Maduro. Claro, usted, usted va a Santa Clara, pongamos, ¿no? no vamos a decir La Habana, ¿eh? Usted va a Santa Clara y, y ve a mucha gente ¿no? ahí en la plaza y dice: ¿Qué está haciendo? Todos mirando una pantalla. Y dice: Porque aquí hay wifi. Claro, eso es lo que ocurrió aquí en España. Pues eso, nacionalicemos las eléctricas para así tendremos un sistema previsible.、Ah, mejor. Previsible, mejor. mucho mejor. Claro. Eh, no sé por dónde ir. Pues、digamos. mira, no, usted, ya, ya, regresa, regresa de Santa Clara, porque Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, estima en unos 400 millones de euros las pérdidas、eh, analizando el movimiento de las tarjetas de crédito y que eso sí, que se ha recuperado ya 130 millones porque ha habido un rebote del consumo. Rafa, Pero a ver, que... a ver, a ver, esto me lo tienen que explicar. ¿Cómo se va a pagar por tarjeta de crédito si no había luz? Claro, por eso hubo 400 millones de pérdidas. ¿Cómo 400? A ver. No, no, esto... Es lo que dice el ministro. A ver, Carlito, ese... Carlos,、ah, las tarjetas. Carlos, Carlos. ¡Soli! Carlos, no te, ha salido bien el cálculo, no te ha salido bien el cálculo. ¿Cómo se van a usar las tarjetas si no había luz? Si e s t á n cargados los datáfonos, el tiempo que estuvieran cargados los datáfonos, se podían utilizar ¿Sí? ¿Ah, sí? un datáfono si、sí, sí, sí, sí, no está、sí. cargado continuamente Macho, a la red. Estuve,、eh, la batería. Tuve mala suerte, porque estuve en Vigo y en todos los restaurantes que fui me dejaron a deber al día y, siguiente, y, porque me, me, me, por crédito de、es、confianza. Eh, eh, porque José Carlos Díez,、eh, durante todo el tiempo del apagón solo intentó consumir en restaurantes. <risa> no, no, o sea, la、eh. gente estaba intentando comprar velas, pero, pero él decía: pero, hombre, por favor, por no hagas. t o Por、tal. pura solidaridad, ¿qué iban a hacer con el marisco y los productos frescos ya, de tu tierra?、Ya. Había que comer. Dice a l g u n a r e c o m e n d a c i ó n o y e Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, que ha actualizado las previsiones del PIB r o o d u c t n t e r r i o r u t o con la economía estadounidense entre en tasas negativas. Sí, Donald Trump solo ha necesitado tres meses, en solo tres meses. ¿Eh? Ha conseguido arrastrar a la economía estadounidense al barro de los guarismos negativos. La economía de Estados Unidos se contrae un 0,3% en tasa anualizada. Contrasta con el crecimiento del 0,4% de la zona euro y las seis décimas arriba de España en el primer trimestre. El ministro Carlos Cuerpo mantiene sin cambio sus previsiones de un avance del 2,6% a pesar de los aranceles, del impacto de los aranceles estadounidenses. Mantenemos la previsión de crecimiento del 2,6 para el año 2025, incorporando un impacto de una décima menos de crecimiento asociado al conflicto arancelario, pero que se verá compensada por una mejor evolución del consumo privado también de una décima. Los mercados andan más agitados que el Martini de la gente 007, y es que la contracción del PIB estadounidense arrastra las bolsas. El Nasdaq cae ahora un 1%, el SP 500 de Wall Street del 0,6%. En España, los que más bajan son los grandes bancos. ¿Y quién más? Red Eléctrica, que con los cables enredados. s c o p i e n los cables enredados pierde casi el 3,5%. Sí, ha estado a la altura. Pues hasta la altura, pero o sea, también a la bajura. O sea, ¿A qué altura? La verdad es verdad que los inversores no poco, saben leer. Pero son o sea, muy pocos, ¿eh? Las eléctricas han dicho que le van a pedir indemnizaciones millonarias. Bueno, bueno, bueno, ya veremos bueno, a ver cómo、bueno. termina la historia. A ver, que la verdad es que no son fiables de, del día a día. Una noticia de última hora: Sí la televisión china q ¿Qué? u é dice、sí. que Donald Trump ha llamado. Ha llamado. Donald Trump ha solicitado a Pekín el inicio de conversaciones ay, comerciales. Ay, que s e arruga. Donald Trump. Esto ya、sí, es? no es por nada. ¿eh? Esto ya lo anunció José、pues, Carlos X. ¿eh? Que se iba a arrugar Donald Trump. No arrugase, no, pero que iba a negociar con China, estaba claro. Bueno, pero vamos a ver. ¿Y cómo le llamas a esto? Bueno, pero Se suponía de... que él iba a plantear el desafío de los aranceles, todos acudirían a sus puertas de manera muy desagradable, dijo aquello de que estaban besando sus posaderas sonrosadas. Y, y, y chico, ha, desde luego con China ha tenido que ir él, ¿eh? Se ha plantado allí. Nuestros、ah, oyentes que sean conscientes que están mejor informados en la brújula que en el Financial Times y en el Wall Street Journal. llevamos tres meses, oye, no es de coña, pero llevamos tres meses de, aceptando todo. Totalmente. Y lo del PIB negativo también lo dijimos. También lo dijimos. ¿Dónde,、sí. ¿Dónde toma nota el Wall Street Journal para los e c o n o a i s t a s Aquí,、claro. sí, lo, lo, nos nosotros, en aquí, aquí, aquí, aquí. Hay más dudas a los oyentes del Wall Street Journal. No, hay hay、sí. más noticias, más noticias de economía que repasamos con la ayuda de Pedro Pablo González. Oscar Puente nombra a Rocío Paquet. Nueva secretaria general de transporte terrestre tras la crisis de los trenes. Y su cargo, con total responsabilidad sobre la movilidad ferroviaria y por carretera, es el tercero por importancia d el Ministerio de Transportes, tras el propio ministro Oscar Puente y el secretario de Estado José Antonio s a n t a n a Marta Serrano, la destituida, se va a entregar en el Refe Viajeros para colaborar con el presidente Álvaro Fernández Tenedi, a nombrado el pasado mes de enero. Transporte ha dicho esta tarde que esto estaba previsto, aunque no deje ver nada, y que nada tiene que ver con los retrasos en, y、mm. caos. En trenes antes, durante y posterior a la pagoda. Vale. Ah, el Euribor cierra abril con su mayor caída en 15 años. Se coloca en el 2,143% y el indicador al que están referenciadas la de las mayores hipotecas variables en España cae a mínimos de agosto del 2022. Un ejemplo: una persona que tenga cota de una hipoteca variable a 150.000 euros a 30 años, diferencial 0,99 más Euribor, y t i e n a q u revisar su tipo de interés en abril, pues que trae un descenso de cuota de 133 euros, pues son 1.600 euros al año. ¿eh? un dinerillo. ¿Eh? De n e r o Santana, 14 años después, volverá a fabricar coches en Linares. Sí, gracias a la Junta de Andalucía y a la inversión de dos firmas asiáticas, Nissan y la China Coronet, que anuncian que van a ensablar m todo terreno s en la antigua planta y que de entrada van a generar ya 200 empleos. Está previsto que la sociedad participada por esta compañía china, Nissan y Santana Motor, inicie en el último trimestre de este año su actividad con los primeros ensamblajes de los vehículos. Vehículos en versión 10 y última generación. E híbridos enchufables. La brújula en formato premium no tiene interrupciones, con lo cual es solo lo mejor de lo mejor, fibra para el oyente. <risa> Así que aquí continuamos.、Eh, en primer lugar, la noticia de última hora, la a n t e n a m a n d a que se dice en la radio.、Eh, la CNMC ha autorizado la OPA del BVA sobre el Sabadell. Tenéis algunas consideraciones, esto era algo previsible. Ya veremos qué dice el gobierno. José Carlos. Pues yo creo que dije que la iban a autorizar. Y no sé los criterios técnicos, no he leído el informe, pero el, los criterios técnicos eran lo mismo que cuando autorizaron la de Bankia con k a i x a Es que ya el índice de concentración que usan los economistas de, de, de competencia ya estaba alto, ¿no? Yo creo que, que en, en general, ¿no? sobre todo en hipotecas, no va a haber ningún impacto y en la parte de pymes, pues sí. ¿no? El Sabadell es un banco muy activo en pymes, entonces lo que ha dicho la CNMC me parece todo correcto. ¿no? Entonces el BBA v tendrá que hacer un plan y decir al gobierno cómo va a hacer para que no impacte la fusión en la reducción del crédito a pymes. ¿no? Yo creo que es el único punto que tiene que el BBA v que aclarar. Si aclara、sí. eso, le pone muy difícil al gobierno decir que no a la fusión, creo. Yo no, no, no termino de entender este argumento de las, de las pymes que se utilizan muchísimo. n o Y ponías un corte de Sánchez Llivre,、sí. me parece que era. n No, o、no, Si se hace la fusión, se va a resentir el crédito a las pymes. ¿Exactamente por qué? e e x a a c t m No t e p r qué. No será por el número de sucursales, e s、si、t o se puede organizar de otra manera. Estamos ya en otra, en otra época. n o、eh, eh, Si hay una, una, unas pymes que son solventes y piden crédito. Al banco, ¿qué pasa? El, el banco no le va a dar. ¿Por, por, ¿por qué motivo exactamente?、Uh -huh. <coughs> Mi duda, la que he planteado siempre aquí, en el caso de la banca, me preocupa que los bancos sean cada vez más grandes. Porque los bancos no son un negocio cualquiera. ¿no? Los bancos pueden descargar su situación precaria y eventualmente su quiebra sobre el conjunto de los contribuyentes. Y entonces, eh, esto, eh, digamos, Por eso es lo que me preocupa, no tanto por la, por, la, por la competencia o el argumento de las pymes, pero el argumento de que tengamos bancos cada vez más grandes a mí me inquietaba y me sigue inquietando.、Uh -huh. eh, bueno, ahora la palabra, lo, la o última palabra la tiene el gobierno. ¿Qué puede ocurrir? O ampliar o reducir las condiciones que imponga competencia, según lo estimen. Yo creo que principalmente el problema vendría por el lado del empleo, porque lo hemos visto también en el caso de Bankia y de CaixaBank. Se producen finalmente, sobre todo en las dos autonomías en las que podrían solaparse, cierre de oficinas muy probablemente y pérdida de empleos, pues tanto en Cataluña como en la comunidad valenciana. Sobre lo que comenta el profesor,、eh, además es que seguimos viendo. Viendo, y más aún en el caso español, que venimos de una reestructuración、eh, tremenda del sistema financiero, nada que ver con los、eh, periodos previos a la crisis, con, había un total de 60 entidades, si no mal recuerdo,、eh, que las concentraciones además se siguen produciendo a nivel nacional. Porque、eh, a nivel europeo siguen sin darse las condiciones suficientes para que haya fusiones entre, entre entidades.、Eh, entonces, bueno, tampoco tengo muy claro si el sistema financiero español, tal cual está、eh, ya, tiene mucho más margen para que se produzcan、eh, fusiones o para que se produzcan concentraciones. Hay expertos que dicen que sí, pero como digo, no tengo yo tan claro que ya haya mucho más margen sin que、eh, quede afectado. El, sin que queden afectadas, pues al final los consumidores, que son、eh, quienes, quien, a quienes todos estos movimientos deberían afectar lo menos posible, y por eso se supone que es por lo que ve la competencia. A mí me preocupa lo que decía el profesor, lo de los bancos cada vez más grandes.、Eh, cuando la crisis económica, la crisis financiera, se hablaba aquello de demasiado grande para caer. Llega un momento que los bancos son tan grandes que son más grandes incluso que los países que lo acogen en muchos casos. Y entonces, bueno,、pues、evidentemente, el margen de maniobra que tienen los gobiernos se reduce según va aumentando el, el tamaño de los bancos. Eso es complicado. Es cierto que al final el que, el que tiene el control y el tiene poder es el que tiene el BOE y después el Banco Central Europeo es quien, quien supervisa a las grandes entidades. Pero claro, en España tres grandes entidades controlan más del 70% del negocio: Caixa、eh, Bank, Santander y el BBVA más Sabadell. Entonces, las posibilidades que tú tienes como pequeño comerciante o incluso como gran comerciante、eh, para conseguir un crédito, si te rechazan en un lado, pues se reducen mucho las posibilidades de conseguir、eh, buenas condiciones. Esto no quiere decir que no vaya a haber competencia, porque. El hecho de que haya menos operadores, la teoría económica te dice que incluso puede aumentar la competencia. Ahí vemos Boeing contra Airbus, ¿no? Como prácticamente dominan entre ellos el negocio aéreo y hay una competencia feroz entre esas dos empresas. Pero es cierto que las oportunidades de acceder a préstamos, créditos u otras condiciones. Pues, evidentemente, si van desapareciendo actores, pues tienes menos、eh, escaparate al cual acudir. Eso por un lado. Y por otro, el tema de las fusiones、eh, más allá de t las fronteras. Es un desastre por dos razones. Una, porque la Unión Europea no ha logrado convencer la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. No ha logrado convencer a los países para avanzar en la unión bancaria. Porque cuando echamos la culpa siempre a la Unión Europea, se nos olvida que quien manda realmente en la Unión Europea es el Consejo, que es donde están representados los presidentes de los, los gobiernos. Los 27 presidentes de gobierno están ahí en el Consejo. Y no quieren soltar la soberanía financiera. No del todo. Es cierto que monetariamente la, la han soltado, porque es el Banco Central Europeo. Pero t ンク a d más importante de Alemania. Pero verdaderos problemas, ahí está medio parada la operación. Y dudo mucho que Merz, el nuevo canciller,、eh, dé luz verde sin ninguna condición a la operación de compra de Commerzbank por Unicredit. Bueno, dejadme cambiar de tema y saludar a alguien、eh, que tengo esperando al otro lado del teléfono. Bueno, ya sabéis que el gobierno está tratando de contar, un, contar una historia, una historia del apagón, ¿no? Un regalo, ya ha elegido un culpable. Bueno, elegido en realidad, tiene un retrato robot del、uh -huh. culpable. Todavía no sabe quién es, pero necesita、uh -huh. que encaje en ese retrato robot. Por orden de preferencia, parece que los operadores privados, eso que dijo eso、eh, es. Pedro Sánchez en 20、veces. ocasiones, sí, impresionante. operadores impresionante. privados. Por cierto, la ley del sector eléctrico dice que operador hay uno, que es Red Eléctrica. El resto son comercializadoras, distribuidoras, productoras. En cualquier caso, la codicia de las empresas privadas ya sabéis que es muy útil para ofrecer a la opinión pública un chivo expiatorio.、Eh, para conocer en fin, más detalles de lo ocurrido, también cómo están viviendo estos momentos en los que se dice que aumenta la presión sobre las empresas de energía eléctrica, tenemos a, a la presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, que es、eh, Mar Marina Serrano. Señora, señora Serrano, ¿qué tal? Buenas, buenas noches. Buenas noches, pues nada, aquí estamos. Bueno,、ah. eh, no sé cómo están viviendo este momento, lo digo porque, en fin, la lectura que hacemos todos es que el gobierno está aumentando la presión sobre las empresas privadas y es allí donde trata de buscar la causa primera y última del apagón sucedido en España. Bueno, la verdad es que h s una situación, como se dice, se está calificando como situación histórica, es una situación inédita. En la que realmente nosotros, como, como empresas eléctricas, que es lo que somos, pues no tenemos aún、eh, los datos, las, las, la explicación de lo que ocurrió el, el lunes pasado. O sea, no tenemos la información. Nosotros estamos、eh, colaborando, siguiendo las instrucciones de, de, de Red Eléctrica. Hemos seguido todas las indicaciones desde el primer momento y a estamos dando la información que nos p i d e el gobierno. Pero realmente desconocemos aún cuáles son las razones, las causas que motivaron ese, ese blackout. Que se produjo el lunes. Pero lo que no es muy ortodoxo es esto de la movilización de, del CNI.、Eh, quiero decir, el CNI no es policía judicial, el, el gobierno puede a ustedes pedirle los datos.、Eh, ¿qué, qué, ¿En qué consiste esto de que el CNI va a ir a, a las empresas y ahí les va a pedir una colaboración y los datos? ¿Han recibido ustedes información del gobierno de cómo se va a canalizar esto? Bueno, no tenemos, eso es, se, se ha dirigido a cada, no a la asociación, por supuesto, sino a cada empresa concreta, en concreto, no sabemos exactamente cómo se va a canalizar, se nos ha, ha informado.、Cualquier. Es entendible que ante una situación como esta, que es realmente pues, un hecho inédito,、eh, el gobierno adopte todas las medidas necesarias para tratar de averiguar cuáles son las causas, ¿no? Y pida todo tipo de información. Y uno de los análisis que está haciendo es este análisis de seguridad, podríamos decir, ¿no? No sabemos cómo se va a producir y nosotros, pues, vamos a dar toda la información, que estamos dando. ya Toda la información que nos está pidiendo, aunque realmente quien tiene toda la información del sistema para、eh, determinar las causas es el operador del sistema que es Red Eléctrica. Porque estamos en lo cierto, o sea, operador es Red Eléctrica. El, las、claro. empresas son comercializadoras, distribuidoras, productoras, pero operador hay, hay uno. Luego podemos discutir esto de privado o no <ríe> privado, pero operador hay uno y es Red Eléctrica, ¿no? Claro, existe un operador del sistema que es el responsable de, de, de garantizar la seguridad y, y, y la calidad del suministro eléctrico, que tiene unas funciones, independientemente de la naturaleza pública o no, que eso ya lo están diciendo los medios y que se establece una estructura ya en la propia ley. Pero lo más característico es que el operador del sistema tiene unas funciones que le atribuye la ley para garantizar el suministro del país y unas funciones que implican. Lo que decimos los abogados también, un u s e imperium, o sea, mandar de alguna manera, dar instrucciones a los agentes, que son los generadores. Los distribuidores y los comercializadores, en este caso, sobre todo los, los generadores y los distribuidores, porque lo que hace es la coordinación de los medios de generación y de、eh, distribución. Y por tanto, tiene esas funciones que le caracterizan toda la información del sistema en tiempo real, la tiene el operador del sistema. Es el único que tiene esa naturaleza específica que no tienen los demás agentes, que no tienen las demás empresas eléctricas. Y por eso el que conoce realmente, el que puede hacer el diagnóstico, es El, el operador de sistema de red eléctrica.、Uh -huh. Y así lo determina la ley. O sea, tiene esas funciones determinadas por la propia norma.、Uh -huh. Y las otras,、eh, las otras empresas eléctricas tienen otro tipo de funciones, pero no tienen ese, esas características de mandato que tiene para garantizar la seguridad de suministro.、Uh -huh. y, y lo que dice el operador es que dos instalaciones,、eh, dos centrales,、eh, se desconectaron en el suroeste del país. No dicen de qué compañía, aunque todos podemos suponerlo ya a estas alturas.、Eh, se. ¿Puede caer el sistema eléctrico porque se desconecten dos, dos instalaciones? Bueno, el sistema, el, el, el sistema eléctrico español es un sistema robusto. Eso tenemos, tiene un mix, además, con diferentes、eh, tecnologías, de, de, de, de diferentes clases de centrales que producen energía, unas síncronas, otras asíncronas,、eh, a, a lo largo de todo el territorio. El sistema,、eh, en principio,. Parece que se desconectaron dos centrales. La, la regla general lo que dice es que cuando se, desco se, se desconectan es para protegerse a sí mismas, que salta una protección.、Ajá. Pero existe una serie de procedimientos de operación, de mecanismos técnicos para garantizar que esto no afecte que se aísle. O sea, puede haber contingencias, puede haber incidentes en una central, en una interconexión, puede haber un fenómeno natural, puede haber un incendio, como ha habido en ocasiones anteriores. Una dana. Pero,、eh, Claro, puede ocurrir cosas, puede ocurrir, porque en la vida misma ocurren cosas ¿no? imprevistas. El riesgo cero no existe, claramente. Pero lo que tiene que haber es una operativa que está establecida con unos planes de contingencia para evitar que eso se propague, sino que se aísle. Y lo que hacen las centrales en estos supuestos, siguiendo además esos protocolos que viene determinando y esos procedimientos de operación que determina el operador del sistema, d e s c o n e c t a r para proteger la propia central. Y No sabemos más, no tenemos información para ver el diagnóstico. Y lo más importante es conocer. Que realmente qué ha ocurrido para poder dar respuesta a los consumidores y al sistema y que evitar que eso ocurra. Claro, pero usted, en fin, que es presidente de una asociación de empresas de energía eléctrica, tiene constancia de alguna anomalía, algún funcionamiento no, no, anormal. ¿Qué decir de un ciberataque a estas alturas、no? en alguna instalación que haya podido provocar este fallo en cadena? Bueno, nosotros con los datos que tenemos, bueno, cada empresa tiene los datos de su empresa, por supuesto, y nosotros de, por los datos que tenemos, ahora se va, se va,、eh, vamos a cumplimentar lo que nos, nos, nos pide、eh, el gobierno,、eh, no tenemos、eh, esa constancia de que, que se haya producido. Además, se las, las centrales de generación siguen las instrucciones, se ponen a disposición del operador del sistema y también las centrales de distribución y siguen las indicaciones que se le, que se le dan.、Eh, y no tenemos, no, desconocemos. Aunque seamos empresas eléctricas, p e r o e s que decir que desconocemos cuáles han sido las causas de este, de este fallo que se ha producido、claro. el, el, el lunes.、Eh, bueno, entiendo que ustedes l e e n los informes de Red Eléctrica porque en ellos les va la vida. n o、eh, eh, Hoy está cobrando pues, mucha actualidad p、pues, una e s u serie de advertencias que hizo la propia Red Eléctrica, aunque hoy está negando su literalidad incluso la presidenta de, del operador. n o、eh, Estas advertencias, por ejemplo, dicen que el, el sistema puede perder robustez si hay una sobreponderación de l a renovables. Esto es así, ¿no? Bueno, lo que el sistema se está transformando. Tenemos unos objetivos de renovables, se e s t á introduciendo renovables, se está cambiando la, la, la forma de producir energía eléctrica con e n e r g í a no e m i s o r a y tiene que ir acomodándose, se van acomodando y de hecho se están acomodando、eh, y, y, se y se está produciendo de esta manera pues, todos los procedimientos de operación, todas las demás medidas de protección, de, de garantizar fiabilidad, de, de, de, de, de, de acomodar. La, la, lo s rodante, s la energía rodante y la no rodante, y todo esto se tiene que ir acomodando a, estos, a, este, a este nuevo modelo al que vamos. Y esto es una realidad, por eso hay que trabajar para conocer. Exactamente qué es lo que ha ocurrido. Y, y en esos informes, pues yo creo que se p o n í a de manifiesto p、pues, u esas e s circunstancias de este cambio que se está produciendo. Claro, pero si el problema es por la conformación del mix energético, el problema no es de producción, n o sino de, de gestión. Es decir,、exact、de cómo se opera ese mix eso energético. Eso es. Quiero decir,、el、hoy tenemos un, un día pues bastante parecido o ¿no? n al día del apagón o ayer. Y sin embargo, el mix es distinto.、Eh, pues cabe pensar que alguien ha tomado una decisión de gestión, ¿no? Claro, eso es lo que hay que analizar. O sea, tenemos un MIS que nos permite, porque tenemos tecnologías y tipologías diferentes, atender y ver cómo está, qué se va a producir en cada momento, cuánto se necesita producir y, y cómo atender la gestión y la operación para que, que se mantenga el suministro de una forma fiable. Y eso es, esa es la labor que se hace: ese equilibrio entre la oferta y la demanda, atendiendo dónde se produce, qué tecnología lo produce y cómo, y, y cómo se hace. Y, y, y esto es lo que. Cada día se va avanzando más e hacerlo de, a, de acuerdo con el nuevo mix, ese mix que tenemos, que además nos permite ese mix de renovables tener unas ventajas competitivas frente a otros países también europeos, un precio más bajo de la electricidad que en otros países.、Mm. Pero hay que gestionar y adecuar. La, la operación del sistema a esas necesidades. Y se estaba haciendo y se estaba produciendo hasta este hecho que no sabemos exactamente por qué se ha producido.、Uh -huh. le, le voy a pedir opinión acerca de una afirmación de una dirigente <risas> política、pues、muy importante, ¿no? como es Yolanda Díaz. Dice que el sistema energético español funcionaría mejor si, pues, si la red eléctrica fuera totalmente estatal. Es decir, lo que está proponiendo es una nacionalización. ¿no? De las, si todo fuera público, iría mejor. Bueno, yo me permito decir que discrepe, de que si todo fuera público iría mejor. Las empresas privadas están desempeñando con una enorme responsabilidad, las empresas eléctricas, atender a los consumidores y, y avanzar en los, en los objetivos que, plante, que se plantean de política energética, pero a la vez tener un suministro fiable y robusto en, y, y establecer desde el punto de vista de generación con diversas tecnologías, haciendo I, D y haciendo también tecnologías、eh, que producen. Eh, no, no emisoras, avanzan ese, y hacen inversiones en esa línea, las redes de distribución y las comercializadoras. Son operadoras privadas. Lo importante es que haya una buena regulación. Que establezca derechos y obligaciones, porque estamos ante un sector crítico como es el sector eléctrico, un sector que es el input de la actividad económica, que haya、eh, una regulación que establezca cuáles son los derechos y obligaciones de cada, y que sepamos cuál es el marco al que hay que atenerse. Pero es importante que la, la iniciativa privada, como ocurre en este país y en los demás países europeos, eh, eh, cumpla esa función de suministro eléctrico en empresas que son altamente especializadas y que cumplen con, con las obligaciones establecidas por la normativa. Marina s a r r a n o Presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, le agradezco mucho que nos haya atendido en la brújula y, especialmente en un día como el de hoy, que entiendo que es bastante sensible la materia que estamos tratando、eh, por las implicaciones que puede tener.、Eh, eh, Se lo agradezco, señor Serrano. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. La brújula. La Torre. Continuamos en la Brújula de la Economía con José Carlos d í e z con Ingrid Gutiérrez, con el profesor Rodríguez Brown y nuestro fijo entre los discontinuos Ignacio Rodríguez Burgos. Y vamos ya con este tema que sé que estáis deseando abordarlo. ¿Por dónde empezamos? ¿Por esto del CNEI? Hombre,、sí. no me digáis que no es llamativo. Digo yo, Lo normal, pues, el gobierno puede pues, elevar una instancia, ¿no? elevar no, pues no, trasladar una demanda a todas estas、eh, empresas y decirle: Oiga, pues trae, denme esta información, denme la otra. o Incluso si nos ponemos bravos, p una e que s sé, pues yo u policía judicial puede personarse con un mandato y decir: Oiga, pues denme esta información. O,、eh, pero esto del CNI no es una cosa un tanto llamativa. ¿No te parece? M、más llamativo, o quizá igualmente análogamente llamativo, que aquí nadie q u i e r e asumir ninguna responsabilidad. Nadie. O sea, nadie, nadie, nadie, nadie. Entonces, nos, nos estamos enterando que, por supuesto, el gobierno está listo para resolver todos nuestros problemas, y lo último es que la presidenta de la red eléctrica se ufane del sistema. Entonces, claro, si partes de ahí. ¿Qué cosas puedes esperar? Pues yo creo que cualquiera.、Hmm. Digo, esto, esto engarza, me parece a mí, engancha con todo lo que estamos viendo, que es completamente increíble. ¿no? Hmm. José Carlos, qué tímido estás hoy. La, la, de, claro, el, tímido, el, tímido. la sobremesa. Cualquier、eh, cosa menos. Que te deja tumbado. Es、eh. que no me quiero enfadar porque estoy hoy contento.、No、enfádate,、bueno. hombre. Que el oyente, el oyente Prime le gusta el e s p e c t á c u l o Primero,、no. un, un disclaimer.、Eh, yo creo que he sido el mayor defensor en Onda Cero de las de renovables y de la fotovoltaica desde、sí. Ignacio desde hace seis años. Es vale, o sea no, que, no, ¿eh? Pero es que el problema no es ese. No soy claro, sospechoso. e r o nadie、no、dice、sospechos. que sea de producción, de、no. la n e r g í Pero bueno, ni fotovoltaica, ni ó l i c a ni solar, ni de ningún tipo. Yo creo que no es momento de demonizar ninguna fuente primaria porque las necesitamos todas, especialmente la fotovoltaica, que tenemos el doble dólar de sol que el resto de, de, de competidores europeos y es nuestra gran ventaja competitiva y la va a ser en los próximos 30 o 40 años, ¿vale? O sea que, que no es cuestión de demonizar, pero. Eh, es una cuestión física, de las leyes físicas. n o La fotovoltaica y la eólica se generan en, en corriente continua, y esto ya lo resolvieron、eh, Tesla y Westinghouse contra. Contra Edison. ¿no? Edison producía en continua y, y generaba unos problemas a la red de la leche y se fueron a la alterna y,、eh, y se, des, se decidió desarrollar la red en alterna.、Eh, Edison, para cargarse aquello, inventó la, la máquina de, de los trocutar, ¿no? para matar a los reos. en... ¿no? La silla eléctrica. La silla eléctrica fue un invento de Edison para decir que la alterna era muy peligrosa, que mejor la suya. Bueno, esto se resolvió hace 100 años. ¿no? Eh, Tú tienes que cambiar de continua a alterna y、eh, al cambiar de continua a alterna no c o n t r o l a r bien y no van sincronizadas, que es lo que h a intentado explicar los técnicos con poco éxito, yo creo. ¿no? Por lo menos el técnico de red eléctrica s no ha estado muy acertado en su lenguaje común para que le entendamos todos, creo yo, ¿eh? en, en mi opinión. Y el resto de. A ver de, si lo han puesto por eso. Bueno, puede ser. Y el resto es el Fernando Simón、sí, del de, de apagón. Es, ¿no? es que es muy、Fernando、soso. Es, es que、Fernando. es muy soso. A ver si lo han puesto por es eso. Es el Fernando Simón. del embargo,、apagón. Beatriz Corredor es muy política. ¿eh? Bueno, ha, pero ha, pero ha estado ahí... muy clara. No voy a dimitir.、Vale. Pero sí. Eso lo dijo Rubiales también y cayó. e h、no ¿eh? <risa> Pero bueno. El. <risa> <risa>、eh, el. El, el,、eh, si、las, el resto de tecnologías sí entran sincronizadas. Básicamente porque todo el resto de tecnologías lo que hacen es. O calentar agua con, con, con gas, o calentar agua con, o aceites con, con nuclear y con uranio, y mover turbinas. Entonces, esas turbinas tienen una regularidad que te permiten dar estabilidad al sistema. v a l e e n Todo lo que ha contado hoy Beatriz Correor es un cuento chino. ¿eh? Pues、vamos, es que no se lo cree ni ella. O sea, todo lo que ha contado. El sistema, Beatriz, llevaba con problemas de estabilidad de sincronización ocho días. Ocho días. ¿Qué película nos has contado hoy de segundo y medio? Que parecía de John Le Carré. Me jodas. Perdón, ya estoy No, es que los tacos. Perdón, perdón, perdón. De verdad, es、vale. que os lo tengo dicho. ¿eh? Hoy Ignacio Sánchez Galán, que es yo creo el más listo de estos, porque de todos los que hay, ¿no? eh, llegó hace 20 años a una compañía que hacía、eh, básicamente nuclear y térmica y carbón hidráulica, y hoy es el líder mundial. Mundial en renovables. Te da cuenta que ¿Eh? Sánchez Galán empezó en una empresa de baterías. Vale. ¿Eh? Y、eh, desde en esos 20 años, Red Eléctrica, que era una gran compañía, ¿eh? se, ha se ha politizado tanto con el PP como con el PSOE y no se toman decisiones técnicas, se toman decisiones políticas. Y lo que ha pasado el lunes a mí me ha recordado mucho a la serie de Chernobyl, muchísimo. ¿Eh? Porque no se han seguido criterios técnicos en la decisión, en mi opinión. A ver qué nos cuentan. ¿no? El día, hace ocho días,、eh, Repsol tuvo que cerrar la refinería de, de Cartagena por problemas en la estabilidad de la red eléctrica. Vale. Entonces, red eléctrica ya tenía señales de que la red tenía problemas.、Eh, Sánchez Galán, que ha estado hoy muy sutil y muy elegante, y、eh, ha dicho: Yo soy ingeniero, pero no voy a dar mi opinión. Pero yo tenía toda mi flota y todo mi ejército de Iberdrola, que creo que son 2.000 personas, preparados para intervenir siempre que nos llamara red eléctrica.、Vale. ¿Por qué,、eh, Beatriz, Sánchez Galán sabía que podía haber una caída de red y tú no estabas preparada? Y te has enterado un segundo y medio después, n o como en las televisiones y las radios, que van las radios antes. n o ¿Eh? los, los goles se, ven antes por, se oyen antes por la radio que se ven en la televisión. n o Pues Tú te has enterado un segundo y medio después de todo el. ¿no? Entonces, ese es mi punto que hay que empezar a aclarar. Y sin estar de acuerdo, bueno, por, sin que sirva de precedente, voy a estar de acuerdo con Yolanda Díaz. Hay que nacionalizar red eléctrica ya. No puede ser una compañía que está totalmente politizada. Que la presidenta, el único mérito que tiene para estar ahí es que es amiga personal de Pedro Sánchez. Nacionalizar, entonces. ¿Y si las amigas creen que va a cambiar, lo complican los amigos. No, tienes, que, ver, tienes que nacionalizarla y ponerla a criterios políticos. Eh, totalmente、ah, técnicos、okay. y profesionales, que es lo que tenía esa compañía hasta hace 20 o 25 años cuando se sacó a bolsa y el único objetivo es poner a gente ahí para cobrar medio millón de pavos en el consejo. Ese es el objetivo que tienen todos los que están en el consejo. 546, si les haces un examen de electricidad, no saben、eh, distinguir entre un voltio, un kilovoltio, un kilovatio、yo. y un julio. Igual que yo, seguramente. Yo no tendría que estar en ese consejo. ¿vale? Seguramente. Bueno, pero, pero preguntas y te informas. Entonces, ¿cuál ha sido el problema? En mi opinión, ¿no? no son las fotovoltaicas. Hoy el sistema mediodía estaba operando con un 80% de renovables y nos ha caído. ¿No? Vale, algo ha pasado. Entonces, cuando ha pasado eso, ¿cuáles eran los protocolos? Y mi impresión de Chernobyl de la serie: el comisario político que estaba dentro de la compañía ha obligado a los técnicos a seguir criterios políticos, Beatriz, que les habéis mandado tú y tu amigo Pedro Sánchez y tu amiga Teresa Rivera desde, desde Bruselas. Y toda la comunicación que se está haciendo de la compañía está condicionada por lo que hace Producciones Moncloa S.A. ¿Eh? De、oh. mediáticas, ¿vale? Pues este es el problema. Para mí. Mira, ya ha pasado. Yo a mí me pilló en Vigo, yo me lo pasé bien. La verdad es que yo no tengo ninguna queja y pasé un día maravilloso y andé eso, por la ciudad. Pero eso son anécdotas personales, Oye, porque aquí mucha gente lo pasó mal. Y, eso, hay, y no es、vale, por vale, nada vale. y hay cinco muertos. O sea, yo no tengo n o、no, pero p e r d o n a si, si en esto. Claro, no, de verdad eso, que no digo no, por ti, q u e Que todos hemos contado el, el tema. Pero, pero, si, no lo digo porque es que ahora viene ese momento tan desagradabilísimo en el que abrimos el manual de la pandemia y decimos que vamos a usurpar la conciencia cívica,、vale. vamos a empezar con. El vituperio de lo privado, el encomio de lo público、vale. y a soltar consignas patrioteras y a decir que todos lo hemos pasado fenomenal en un Cumbaya.、Vale. Y resulta que la señora del respirador、eh, que tuvo que c o n e c t a r l e un generador se murió e n t o n、vale. c s de muerte Entonces, dulce. Y por, dice: Bueno, pues、eh, hombre. Por dar datos técnicos, ¿eh? ¿cuáles son las, las tecnologías sincronizadas que más rápido actúan? Que actúan en milisegundos, ¿no? El gas. Y la, y, y la hidráulica. España tiene 20 gigavatios de potencia instalada de gas, 20 gigavatios y 7、eh, de hidráulica, ¿no? ¿Cuánto? O sea, que estamos hablando que hay capacidad técnica suficiente para estabilizar la red. De hecho, no s ha caído la red nunca. ¿Vale? O sea, hay capacidad técnica suficiente. Y dos, para salir de esto en el futuro y que no vuelva a pasar, que es en lo que debería estar el gobierno, y no en el rollo este del ciberataque y de contarnos películas para que no estemos preocupados, porque como se vuelva a caer la red, pues estaremos muy preocupados, evidentemente. Es una, tienes que avanzar en baterías y en centrales de doble bombeo, que llevo pidiéndolo aquí, ¿no? ¿Cuánto, Rafa? Un sí, año un y medio. ¿eh? O, dos años. ¿Por qué n os o ponéis a trabajar ya en una regulación que permita dar seguridad jurídica a las empresas que van a invertir ¿no? para que entren ya en baterías y en, en centrales de doble bombeo y se eviten estos problemas? Porque, evidentemente, la conexión con f r a n s Hay que p l i c a r que el doble bombeo es una especie de almacenamiento、vale. de energía. Déjadme escuchar. Y dos, y dos, y acabo ya, ¿no? ¿Cómo va a haber inversión, Beatriz y Pedro Sánchez, ¿eh? en un sistema eléctrico, si cada vez que hay un problema ¿no? eh, tratáis a las compañías como si fueran criminales? O sea, ¿cómo pueden tus aliados que te van a sacar de la crisis del lunes para que no haya apagones ser los culpables de la crisis y te puedes poner e n frente a todo el sector eléctrico que te tiene que hacer la inversión para sacarte aquí? ¿Qué es lo mismo que hiciste en la guerra de Ucrania cuando la crisis era de gas y culpaste a las eléctricas? Si era una crisis del gas, ¿Qué, ¿por qué culparse a las eléctricas? Bueno, pues、eh, yo creo que acabamos como Chernobyl. Esto va. No, a ver, ojalá no se vuelva a producir el apagón, pero o cambian los protocolos y empiezan a dar comunicación transparente y se profesionaliza la compañía, o estaremos en un、Bien. sistema inestable que se puede volver a caer. Yo, yo solo añado una cosa respecto del Chernobyl. Veo por ahí a algunos p o r t a v o c e s oficialistas lo suficientemente esforzados como para presentarse voluntarios si es necesario recoger grafito en el reactor 3 de Chernobyl, si así se lo pide Pedro Sánchez. Eso también te lo digo. ¿eh? Es decir, no van a tener que elegirlo. s ¿Eh? Se presenta n voluntarios. ¿eh? Yo podría señalar una división de seis, por, de s e、eh, Ingrid. s c i e t o s i n Hoy, la matriz、eh, de red eléctrica r e d e l l a ha presentado los resultados del primer trimestre. Y en esos resultados, en su informe,、eh, no sé si para curarse en salud, insiste en que,、eh, bueno. Aparte de que ha ganado un 4% más en el primer trimestre en relación al, al mismo periodo del año anterior, en que ha elevado un 69% las inversiones del grupo. Y se destaca bastante que de ese incremento de la inversión, la mayor parte ha ido a parar al desarrollo de la red de transporte y que la mayor parte también ha ido a parar, evidentemente, a red eléctrica. Un incremento del 70% dicen en las inversiones. Me llama la atención que todo esto、eh, se señale tanto después de lo vivido el pasado lunes. Otra cosa, el tema ha, eh, eh, en el que ha entrado al final José Carlos. Si tú quieres que、eh, la nuclear pase a representar el 8% únicamente de tu mix energético en 2030, tienes que invertir más de lo que lo estás haciendo en almacenamiento. Porque ese es uno de los principales problemas que, presenta, que presentan las renovables. Y siendo un país en el que las empresas están de renovables necesitan una inversión tan fuerte y está siendo tan constante desde que vienen posicionándose、eh, como líderes a nivel mundial, no puedes permitirte no dar todas las facilidades del mundo para que esas inversiones se produzcan a nivel de empresa y para que tú, a nivel estatal, hagas lo suficiente. Es imposible que la、eh, nuclear represente este porcentaje tan escaso si no hay más inversión para garantizarte que la energía que proviene de las renovables es, aporta la mayor estabilidad posible al sistema. Porque si no, lo que hemos visto hoy sucederá de forma más habitual si vamos reduciendo el peso de la nuclear y. y Y luego, claro, evidentemente está el tema del ciclo combinado, que como decía José Carlos, es un poco el que ha venido a salvar con la rapidez de.、Eh, sí, a resolver la crisis, exacto, con la rapidez de respaldo. Entonces, inversión, es que es la única inversión y, y evidentemente que las empresas no se encuentren con trabas para llevar a cabo la parte de esa inversión que les corresponde. ¿Me dejas hacer un pronóstico antes de que m a c e e No, por favor, por favor. El precio de la acción, que ha caído hoy un poquito de red eléctrica, está en máximos históricos de 18 euros. Ha subido, con poca justificación en mi opinión, desde el 2024, o sea, en un año,、eh, casi 3 euros. El precio de la acción va a caer mucho porque las eléctricas ya han amenazado que le van a poner、eh, indemnizaciones millonarias. Yo creo que la bolsa no está contemplando y luego esta compañía va a entrar en, en problemas. Todos esos planes de inversión ¿no? se van a tener que hacer con deuda. ¿Y quién le va a ir a dar deuda a esta compañía si no muestra transparencia y fiabilidad y profesionalidad en la gestión de la red? Es que estamos hablando de cosas muy serias, es que estamos hablando de inversiones mil millonarias que van a condicionar toda la competitividad de las empresas españolas en los próximos 10 años. ¿Han dicho a las eléctricas que van a perder las a m i n i s r a c i o n e s Claro. Hombre, claro hombre. Son las primeras perjudicadas、ah, no. porque, evidentemente, su negocio quedó a oscuras durante hombre, todas claro, esas horas. Hombre, pero、claro. después están comercios. Transporte,、no, no, etc. Pero dos reflexiones. La primera es: todo el mundo sabe que tanto el viento como el sol d e p e n d e de las condiciones meteorológicas, con lo cual es mucho más complicado de estabilizar la red,、eh, el flujo, que、mm, la nuclear, que está siempre funcionando, o que los ciclos combinados, o que las hidráulicas, que controlas el flujo de, del agua en, en, en la presa. Por lo tanto, una manera inteligente de desarrollar las energías renovables que son más baratas, una manera inteligente es con inversiones de respaldo de esa, de esa energía、eh, verde. Precisamente, lo, lo hemos hablado aquí muchísimas veces, el tema de las presas、eh, inversas. n o 私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの e さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私た a の皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、o たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆 u ん、私たちの皆さん、私 s ちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私の皆さん、私たちの皆さん、私、私たちの皆さん、私、私たちの皆さん、私、私たちの皆さん、私、私、私たちの皆さん、私、私、私、私、私、私、私、私、 Por debajo de lo necesario, alrededor de unos 3.000 millones en los últimos años,、eh, según más de un experto en el sector. Eso por un lado. Y por otro lado, resulta que ahora vamos a nacionalizar las pérdidas que van a llegar por las indemnizaciones que van a tener que pagar en los tribunales una empresa como Red Eléctrica, lo cual no s deja de ser una paradoja. Es decir, no,、pues、ahora mismo el Estado revelará, solamente es el 20%. ¿no? Se revelará que no es un operador privado. Claro, bueno, es que ahora mismo el 20% del capital es del Estado, con lo cual nosotros, es decir, el pueblo español, pagaría el 20% de esas indemnizaciones. Pero ¿por qué tenemos que pagarle las indemnizaciones a BlackRock, que tiene el 3,5% del capital de red eléctrica, o a Mancio Ortega, que tiene el 5% del capital de red eléctrica? Con lo cual yo no estoy nada de acuerdo con lo que dice Yolanda Díaz. El、Yolanda Díaz en esto no ha caído, ¿no?、Eh, bueno, y, y además, ¿cambiaría el funcionamiento de la empresa porque esté en manos del de Estado al 100%? ¿O como ahora, que la regulación y el funcionamiento está en manos del Estado 100%? Solamente cambiaría la parte financiera, pero no cambiaría la manera de gobernar porque eso depende del gobierno de turno. Entonces、ese es el problema.、Si、es que yo estuve Pero, en una reunión. e n el Consejo, ¿cuántos afines tiene el Gobierno? Todos. ¿Todos? ¿Todos? ¿Todos? Vaya. Bueno, pero、pues、si es un puesto de. O Se sea, va a es un、sí. es de de la, las, las que c o me o r a l a 16. El puesto de Pepe enchufa. No, no, m a no, s no. O sea, tú Las estatuas te falta la cabeza. ¿sabes? Allí hay que poner a los del partido. Pero el PP hacía lo mismo, ¿eh? Igual. Sí, sí, no vamos sí, a escandalizar.、No, claro. Bien, vamos, es que era una pues... lotería. Cuando te toca la red eléctrica, vamos, abres champán y montas una fiesta por la noche de la leche. claro. Porque... Pero de los cuatro últimos ministros. ¿Por qué? Porque también hay aportación a los planes de pensiones. que、ah, no cuentan, que no lo lo Cuentan que es que no es solo el sueldo, que es que se llevan lo mismo cuando se van. claro, claro. claro. Cuatro últimos claro, presidentes, peleas,、claro. tres han、claro. sido ministros. <ríe> p e r o m i r a Yo estuve en una reunión、eh, con una persona de, de Red Eléctrica por, y además con un nivel de técnico bastante elevado y fue honesta porque era técnica, no era una política. Entonces yo apreté un poquito en la reunión, un ¿Apreteo? poquito no estuve muy desagradable, solo apreté un poquito y me dijo la señora: Bueno, es que nosotros hacemos lo que dice el ministerio. y yo, coño, pues si hace lo mismo que el ministerio, eso es una dirección general. Entonces, ¿para qué estás en bolsa y se lleva a Beatriz Corredor medio millón de pavos? j o d e r ponemos un técnico comercial que ya cobra sueldo y le pagamos un poquito por ir al consejo, ¿no? Ya está, ya está pues, si no sale más barato, ¿no? Y ahora. Eso era una gran empresa profesionalizada, que、eh, recibió una herencia de Franco lamentable, que teníamos una red tercermundista, que se hizo una regulación ejemplar en el año 82, que lo hizo una amiga mía, Paulina Beato, que hemos sido un, un referente en desarrollo de red, porque la hemos hecho la más moderna y la más nueva, hasta el año de noventa、eh, y tantos, que、ya、empezamos el, la privatización y la politización,、sí. que la privatización no es el problema, el problema es la falta de profesionalidad. Ya sabía yo que en algún momento. En algún momento el, el culpable iba a ser Franco. No, <risa> yo, pero... yo, tengo, yo tenía dos, dos destinos ¿eh? de la historia del gobierno、eh, y estaba esperando a que llegase ese momento para decir,、eh, ya lo he dicho yo, el culpable al final va a ser o Franco o Díaz Ayuso.、Eh, y ya veremos <risa> cuándo esto se revela. En cualquier caso, que nos falta la sección del profesor y, e Ingrid tiene preparada una neura ¿Sí? que va a saber exponer en dos minutos para que pero, tú tengas pero, pero, generosos seis minutazos sin seis interrupción minutos para hablarnos de literatura. Si creéis que nosotros tuvimos un problema del lunes, recordad que en 2012 dos incidentes en la India dejaron sin luz a cerca del 10% de la población mundial. La mitad de la población del país, 670 millones de personas, del 30 al 31 de julio. El colapso se produjo por la sobrecarga de dos de las cuatro redes de suministro de ese país. ¿Por qué? Pues porque. Confluyeron una ola de calor en Nueva Delhi con el retraso de los monzones en las zonas rurales,、uh -huh. por lo que allí empezaron a utilizarse de forma masiva los riegos. Todo esto hizo que el sistema saltase por los aires. Pero es que India tiene un problema energético desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque desde principios de los 90 se ha multiplicado por más de cuatro su、eh, consumo energético. ¿Por qué? Tirón de la industria y a la vez incremento de la clase media. Y esto se ha topado con una falta de inversión recurrente por parte de las autoridades en generación. El país más poblado de la Tierra tiene problemas, como digo, recurrentes a nivel energético. Viene haciendo inversiones para una transición que no termina de llegar. Y esto, pese a que es el tercer mayor productor mundial de electricidad.、Venga. Bueno, profesor, queda muy interesante este asunto. El, el, el, siempre que aparece la palabra monzón, yo sé que la historia merece la pena. Bueno,、eh, hoy, es, hoy, como todos los miércoles, cerraremos la brújula de la economía con la sección. Había una vez, literatura y economía. Un análisis económico-cultural, fundamentalmente literario.、Ah. ¿Cuál es el libro? ¿Cuál es el libro de hoy? Creo que ya lo sé. Hoy vamos a hablar. Mario Vargas Llosa. Pues dedicamos esta sección a nuestra amiga y compañera Karina Sainz Borgo, porque me sugirió que comentara en La Brújula de la Economía al Vargas Llosa como novelista liberal. Sabemos que en la s obra s todo lo que hizo de no ficción, pues Vargas Llosa escribió mucho sobre el liberalismo. Hay libros como Contraviento y Marea, El pez en el agua. Desafíos a la libertad y, por supuesto, la llamada de la tribu, que tiene magníficos retratos de s m i t Hayek, h Popper, Berlin, etc. é t e r a Pero, ¿y sus novelas? Hay dos respuestas: una rápida y facilona y otra más complicada. La rápida es todas, porque en todas hay elementos liberales, como el cuestionamiento de la autoridad, que ya está en la ciudad y los perros, la corrupción política, que está en conversación en la catedral. La burocracia absurda que está en Pantaleón y las visitadoras, el colectivismo religioso y social que está en la guerra del fin del mundo y, por supuesto, la condena a las dictaduras en la fiesta del chivo. Pero, pero, si hay que buscar una novela liberal de Pargallosa es El paraíso en la otra esquina. ¿Habías apostado por esa tú? No, pero、no, no, esta es la de Gauguin, ¿no?、Claro. Eh, está muy bien esa novela. Pues el pan de sí. ¿La es la, la más tres, liberal、tinta. de todas? Yo encuentro que sí.、Oh. menos es la que he elegido.、Qué、interesante. Se basa en dos personas reales: la activista feminista y socialista Flora Tristán y su nieto, el mucho más célebre pintor Paul Gauguin. Y es una denuncia de las dos facetas comunistas o socialistas más estremecedoras, que son la arrogancia sobre el cambio social impuesto desde el poder y el desdén sobre los costes que dicha soberbia impone al pueblo. Y esta es una viejísima tradición en el comunismo desde siempre. Como he dicho alguna vez, ya está eso en el, en el, en el capital de. De Marx, cuando habla que se va a lograr el paraíso en beneficio de las masas proletarias y sólo van a pagar una minoría de usurpadores, dice、mm. Marx. Esta es la fantasía. La fantasía arruina las vidas de Tristán y, y Gauguin y, plasmada en la práctica, pues regó el planeta con la sangre de millones de trabajadores asesinados por los comunistas. Pues va, va, vamos a nuestro tiempo. Se dirá que, pues, que ya el socialismo es vegetariano. Y el comunismo ya no practica el genocidio, y muchísimo menos, por supuesto, los、eh, socialistas anticomunistas, como l a s socialdemócratas de diferente condición. Mi duda, o mi inquietud, si queréis, es que la esencia de la fatal arrogancia de los socialistas de todos los partidos, como decía Hayek, pues más o menos permanece, ¿no? Y se autodenominan otra cosa: progresistas, ecologistas, feministas, lo que sea. Pero la esencia de los socialistas, que como sabemos pueden ser de izquierdas y también de derechas, yo creo que permanece. ¿Por qué? Y porque siguen quebrantando、mm. la libertad de las mujeres y los hombres y siguen sistemáticamente prometiendo el paraíso Parísale, de l a o t r a e s q u i n a Bueno, yo quería preguntarte una cosa, Rafa Latorre. A ver, cuéntame. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Porque de verdad que no esperaba que fuera precisamente el paraíso en la otra esquina. A ver qué dice muy... c a r i n a Saiz Borga, ver si le ha gustado también、sí. a ella o no. Pero、eh, gran, gran inspiradora de esta sección. Completamente.、Y、es、grande. verdad que era necesario, ¿eh? De c a r l o n a sección、no、a Mario Vargallosa, sí. Pues se lo merece i a Entonces, si te ha gustado, yo creo que vamos a cantar, r No, faltó el, faltó el lunes. n u b、no、o manisero. Mira, algo bueno tenía que ver en la pagoda. m i r es mala, e a l a Y se ríe. No, no, no. Había apuntado que. Mire, profesor, El Paraíso en la otra esquina y Travesuras de la Niña Mala, que en realidad son mis dos novelas, aunque no sean las mejores, pero las favoritas de Vargallosa. Te permito d o o n te e p r que te rías de mí, pero solo hoy. e h Otros días no. bueno queridos idos idos y dos a disfrutar de esa vida que hay ahí fuera、eh, josé carlos Díez, has estado muy calmado muy moderado tranquilo bien Pues voy a pedir la dimisión de beatriz corredor beatriz vete ya no nos hagas más daño déjalo así ha coronado esta. ¿eh? No, le, le acusas de tímido y pasan estas cosas Claro, cosas. pasan、pues、estas cosas? Está está me, me falta un poquito la suerte de varas o y i n g r i d g u t i é r r e z p r o es o rodríguez dron adiós libera de g n a c i a s rodríguez burgos te espero mañana pues aquí estaremos La brújula. Hoy que la sobreinformación no es incompatible con estar desinformado. Hoy que recibimos más ruido que información, filtra el ruido con más de uno. Porque menos es más de uno. Reduce el ruido informativo con más de uno y Carlos Alsina. Todas las mañanas de lunes a viernes y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. 10 minutos a las 9 y un minuto en Canarias, el gobierno quiere contarles una historia. La historia se está resistiendo porque la trama es algo complicada y por eso introduce estos elementos mágicos. ¿no? Esto lo dan en las clases de g u i o n siempre es necesario un objeto mágico, por ejemplo, una comisión de investigación. Una comisión de investigación independiente. Ya sabíamos lo que significaba independiente para el gobierno, pues lo mismo que privado. Cuando califica como operador privado a red eléctrica. n o Una comisión independiente en la que todos los miembros los nombra el gobierno y la preside Félix Bolaños. No hay duda de ¿eh? que es independiente, independiente de todo criterio autónomo, claro que sí. La historia que les quiero contar al gobierno、eh, tiene, antes que una explicación, un culpable. Ya tiene un retrato robot y, sobre todo, tiene unas preferencias. ¿no? El culpable ideal, desde luego, sería una empresa privada. e h Por eso, toda la dramaturgia de este gobierno se dirige. A fingirse en un tribunal que le pide, exige responsabilidades a las empresas privadas, a las empresas eléctricas. Eso la sitúa como parte activa en la exigencia de responsabilidades, cuando debería ser parte pasiva en la, en, en la explicación de las responsabilidades. Debería estar explicando y asumiendo sus responsabilidades en lugar de estar pidiendo responsabilidades a terceros.、Eh, lo más probable, porque es lo que señalan los expertos, es que todo se haya debido. A un fallo de gestión en red eléctrica. No es un problema de producción, de, de volumen de producción de energía、eh, fotovoltaica, sino de gestión del mix energético. Por cierto, advertida en los propios informes de la red eléctrica. Hay que compensar el mix y si uno pues, se pasa por exceso de una energía que, por asíncrona, no se puede、eh, modular al mismo ritmo. Que otras energías como la hidroeléctrica, por ejemplo, pues es mucho más difícil gestionar y puede ocurrir un apagón. Esto es lo que dicen los expertos. Y además aplica una lógica que la verdad es aplastante. En días muy similares al del apagón, como hoy, como ayer, el mix energético es distinto. Es decir, se tomó una decisión de gestión consciente y política. El problema es si aquel día del apagón lo que primó fue la ideología sobre otros criterios como la seguridad y como la eficiencia. Y eso es lo que llevó a hacer una sobreponderación de las energías renovables que hizo que el sistema fuera más vulnerable. Beatriz Corredor no va a dimitir. No va a dimitir de momento. Porque el gobierno está tratando de encontrar otro culpable para ofrecer a la opinión pública antes de asumir que red eléctrica es el problema. Es el operador. No existen los operadores. La ley del sector eléctrico es clara en esto, título 2, artículo 30. El operador es Red Eléctrica y el resto son empresas comercializadoras, distribuidoras, productoras. Y Red Eléctrica no es un operador privado. No lo es porque. El, la SEPI tiene un 20% del accionariado porque el resto de los accionistas no pueden tener más del 5% y porque a todos los miembros del Consejo los nombra el Gobierno. Empezando por la presidenta, que es una exministra socialista. O a ver por qué clase de casualidad resulta que a un exministro socialista le sucede una exministra socialista. Si, alguien, si el gobierno nombra a la presidenta de Red Eléctrica, lo normal es preguntarle al gobierno si va a dimitir la presidenta de Red Eléctrica o la van a cesar. Eso es lo que ha pasado hoy en el Consejo de Ministros y entonces a Sara Agesen, vicepresidenta tercera, se le ha escapado un posesivo que es tan revelador, nuestra presidenta de Red Eléctrica. Por lo mismo que el fiscal general del Estado, exactamente igual, pero es que el deterioro institucional de este país es verdaderamente aberrante. Y empieza por. Claro, y, y, y por cierto, y efectivamente lo sufren los ciudadanos, porque se produce una, un deterioro de los servicios. q u Eso e sí que es una, una, una constante. Pero por no entrar en sutilezas corporativas, que esto puede ser que no se entienda, ¿no? El 20%, el 5%, quién nombra el consejo. No. Ustedes piensen en la imagen de la tarde, noche del día crítico del apagón. ¿Qué ocurrió? ¿A dónde se trasladó Pedro Sánchez? ¿Dónde trasladó el centro de mando? A Red Eléctrica. ¿Por qué? Porque asumió desde el principio que era como la EMT en, en un fenómeno meteorológico adverso. Un organismo del gobierno desde donde gestionar una crisis, en este caso un apagón eléctrico. Dicen fuentes del sector de manera muy graciosa: dicen, si viene aquí a esta empresa no pasa del torno. e h Claro. En Endesa, si alguien monta un gabinete de crisis, es la propia empresa, no el presidente del gobierno. Y desde luego no puede trasladar ahí el centro de mando. Si se presenta en Endesa, no pasa del torno. Le dicen los italianos, ¿pero a dónde vas? Claro. ¿Y dónde se presenta? En Resta Eléctrica, donde entra como cuchillo en mantequilla, porque es un organismo del Estado. Y. Lo que pasa es que, hasta llegar a asumir esa responsabilidad, que es una responsabilidad de gestión, pues se van a tratar de explorar todo tipo de líneas de investigación, incluso aquellas que todo el mundo da por muertas, como es esto del de ciberataque o el hackeo. Portugal, Portugal mismo, no baraja otra opción que es el hecho de una descompensación del mix energético. Pero tampoco Alemania, pero tampoco Francia. Y por eso dicen: aquí no puede ocurrir, porque nosotros tenemos más, una presencia mayor de energías firmes. En el caso de Francia, por cierto, energía nuclear. Pero si la ideología lo que te dicta es: oiga, no, es que vamos a tratar de demostrar que podemos hacerlo todo con energías renovables o podemos prescindir por completo de la energía nuclear, pues ocurre que el sistema es mucho más vulnerable. Así que puede que el sistema. Español sea el mejor del mundo o el mejor de Europa, como dice Beatriz Corredor. Pero si eso es cierto, solo acrecienta la responsabilidad de la presidenta de Red Eléctrica y de aquellos que decidieron hacerlo vulnerable. Y, y en esas estamos, y estamos en la tertulia de la brújula, que ya me estoy enrollando, y voy a saludarles ya que,、eh, que están ustedes en formato Prime, que no hay interrupciones. ¿Qué tal, José Manuel González? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, con luz, con luz. ¿Con luz? Sí, afortunadamente. <risa> no, luego se banaliza mucho esto de la experiencia de lo vivido en el apagón. Sí, sí, ¿eh? Y ahora sí, nos sí, reímos p e r ahí que lo ha pasado realmente mal y hay quien no ha podido contarlo. O sea, esto había, nos gusta recordarlo. Había, ¿eh? había que empezar por ahí, que yo no he escuchado a nadie que haya pedido perdón a los ciudadanos. A nadie. Pero, s á n c h e z yo no he escuchado que haya dicho señores ciudadanos atrapados en un. Yo he conocido. Sí, sí. Un, enviado n u e s t r a nuestra Valencia al Congreso del PP, tuvo que subir. 200 tramos de escalera para salir de un túnel. Por ejemplo. Otros sí, ¿sí? que enviamos a Murcia esa misma día, pues no llegaron. Durmieron como pudieron esa noche. Nadie ha pedido perdón. Oye, otros no lo han contado. e ¿eh? Hay h una familia de Tauadela b que los pobres, por una mezcla de. Desesperación e impericia conectaron un generador,、eh, a, un generador autónomo un, al respirador del de, padre anciano de, de la familia、eh, para que pudiera seguir respirando y murieron. Es. Y oye, aquí. No pasa nada. Venga, todo s el Kumbaya, aquí, estos salen bailando, los otros parecen una guardería a España. Dice, no, oiga, que aquí hubo gente que lo pasó muy mal. Pero efectivamente nadie. No, l e perdón. Oye, solo le ha faltado decir al gobierno. Que se felicita porque ha habido un pueblo a la altura de su gobierno. Sí, templado, sí. moderado, que sabe ceder el paso en los cruces. David Jiménez Torres, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Siguiendo lo que decís, yo también quiero plantear la fortuna de que esto ocurriera un 28 de abril y no, por ejemplo, un 28 de julio en el que toda esa gente que se quedó atrapada en trenes en mitad de la nada a lo mejor hubiera estado a 44 grados durante un montón de horas. sin agua, David, Y sin y agua. Sin, y sin agua O un 28 de enero, y por ejemplo, que hubiera empezado a las 5. Y que toda esa gente que tuvo que volver a casa en coches sin semáforos, que toda esa gente lo hubiera hecho ya anocheciendo, ya cayendo, ya cayendo la noche. Es decir, que hubiera pasado una época del año en la que en vez de anochecer a las 9, ano anochece a las 6. ¿vale? Y que hubiera empezado solo unas cuantas horas antes. Y entonces veríamos qué tal habrían quedado las, las carreteras. Es que yo quiero también señalar, no solo recordar que lo que pasó fue gravísimo, es que podía haber sido muchísimo peor. Es que realmente tuvimos mucha suerte de que empezara a las doce y media y se pudiera restablecer justo cuando se acababa de ir la luz natural. Y en medio de una tarde espléndida en la que nadie en España dependía realmente ni de bombas de calor ni de aire acondicionado. De nuevo, imaginad: la próxima vez que estemos en una ola de calor,、uh -huh. pensad qué ocurrirá si、Sin、entonces、luz. hay un apagón. Maite Rico, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, y, y ahora o sea, eh, eh, vino el apagón, se resolvió el apagón y aparecieron los paniaguas, que es lo que estamos viendo en las redes.、Eh, los paniaguas. Están ahí todos aplaudiendo, bueno, lo bien que se ha hecho todo. Y menos bien, mal que. Y lo bien es que, es... que le hemos pasado. O sea, ya ha faltado pedir que saliéramos al balcón a aplaudir al kilovatio. Ahora, ahora hablamos de eso específico. No, no, porque es que es verdad que surgen todos estos que Me dicen: esa frase menos mal. Que hemos sufrido un apagón, hombre, porque nos、lo、hemos bien enterado. ¿Qué ha pasado? De, de... ¿Y cómo nos hemos unido e la familia? ¿Y la comunidad? Sí, no,、Vamos. es o t a cosa. José、pues, Ignacio Bert. Con la perrita. ¿Qué tal, v e r Somos perfectamente libres de vivir como Amish, si queremos ¿verdad? tal cosa, sin、era? necesidad es. de que a los demás se nos estropee la nevera, la comida de la nevera. Oye,、sí. como con la pandemia. De verdad que no hace falta sí, infectarnos sí. todos para que usted se quede encerrado en casa, si sí, es ajá, lo que sí, quiere sí, hacer. Sí, sí. Y prescinde del、sí. teléfono móvil, eso además nos ahorrará algunas turras que meten por Twitter y estas cosas, y ya está, y no pasa nada. José m a n u e l a d Aspiro, vamos con los temitas de la tertulia. Venga, pues、eh, noticias y sonidos del día. Para el análisis de la tertulia sobre el apagón, el comité independiente que anunció Sánchez y que se ha reunido hoy solo con miembros del gobierno sigue buscando a los culpables en las eléctricas. Ya ha anunciado que el CNI va a entrar esta misma noche en las sedes de las principales compañías en busca de todos los datos. El presidente de Iberdrola, Sánchez Garán, dice que hay que buscar al responsable en otro sitio. El por qué del apagón es el é de España. El operador e sistemas e sistema tiene que tener c l a r i f c a d porque son los responsables de esta. Y tres días después hemos escuchado a la presidenta de Red Eléctrica en la cadena Serie en Televisión Española. Es el sistema eléctrico al final el que ha fallado, y creo que todos los que estamos en el sistema eléctrico tendremos que hacernos cargo de la responsabilidad en la medida que nos corresponde. Beatriz Corredor dice que nada de dimitir, que tenemos la mejor red europea de electricidad, pero que el riesgo cero no existe, que puede volver a ocurrir con Alsina. Hemos escuchado esta mañana la explicación más clara sobre qué ocurrió y quién se equivocó. La ha ofrecido Jorge Sanz.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 El Partido Popular sigue pidiendo que se asuman responsabilidades por el apagón y anuncia que rompe con el gobierno en lo único que negociaba, las medidas contra los aranceles de Trump. Si el gobierno decide no apoyar a los sectores afectados con las propuestas que a través del Partido Popular habían trasladado, evidentemente el gobierno no contará con el apoyo del Partido Popular para sus propuestas, ¿no? En el capítulo Tribunales, caso Ábalos, el juez del Supremo pide al Ministerio de Transportes que justifique medio millón de euros que se pagó al exministro en concepto de dietas. El departamento que ahora dirige Oscar Puente dice que esa cantidad son los viajes del equipo ministerial, no del entonces ministro. Sobre el caso del fiscal general del Estado, la información facilitada por Google y WhatsApp sobre los mensajes borrados de Álvaro García Ortiz parece que no aportan nada nuevo. Algunos mensajes siguen sin aparecer. Y del exterior, algunas referencias. Los 100 días de Trump, que cosecha el índice de popularidad más bajo desde Eisenhower. Los pavorosos incendios de Israel, que pide ayuda internacional, incluida la de España. Y una guerra en ciernes, otra más entre India y Pakistán, tras el atentado del día 22 en Cachemira, en el que murieron 26 hindúes. ¿Pakistán? Pakistán tiene información fidedigna de que India pretende llevar a cabo una acción militar contra Pakistán en las próximas 24-36 o horas con el pretexto de acusaciones infundadas y falsas de participación en el incidente de Pelgan. Otro foco de inestabilidad que se nos viene encima, este entre dos potencias nucleares. La brújula formato Prime no tiene interrupciones, así que ya vamos con. El análisis. Bueno, estabais hablando de. Es que esto me interesa mucho. Los, que, los especímenes que salen después de cada crisis a convencernos de que no hay nada mejor. No nos no ha podido ocurrir nada mejor que estar 24 horas sin, sin luz, ¿no? Que es algo estupendo. Igual que la pandemia, que fue un hecho felicísimo, ¿no? Excepto para aquellos que no lo contaron. Claro que es una anécdota para toda esta gente, ¿no? Y, y con esto ya estamos viendo casi el manual de la pandemia, pero. Exactamente. O sea, exactamente, o、pues sea sí、desde la usurpación de la conciencia cívica a. a Un elogio desmedido de lo público.、Y、dice, bueno, lo público, claro, no sé. El, el día que concluyamos que Red. Pero dicen, los servicios públicos, ¿cómo funcionaron? Hombre, el día que concluyamos que Red Eléctrica tuvo、eh, una, una parte, no tuvo la, probablemente la mayor parte de la responsabilidad en lo ocurrido, ¿qué, qué, qué diremos entonces de los servicios públicos? Porque Red Eléctrica oye, está participada por la SIPI por algo, ¿eh? Y tiene a todos sus consejeros、eh, nombrados por el gobierno por algo. e、no、s sé. es que Pilar Alegría ha llegado a decir que, que, bueno, que, es que la, esta recuperación de la electricidad ha sido、mmm, vamos, un ejemplo mundial no, inédita. Claro, es que el apagón ha sido inédito. O sea, es、claro. que se te están riendo en la puñetera cara. Cuando todavía está por ver que, cuáles son las consecuencias reales, aparte de las、eh, víctimas que ha habido. Yo estaba leyendo, me reía antes con un, un, tuit, un tuitero muy gracioso que se llama Chopinauer, que ha, ha dado los pasos, ¿no? de, el, el protocolo. No va a haber apagones, os acordéis, no va a haber casos、no. como mucho uno o dos. Apagones ha habido siempre. Gracias al gobierno, el apagón ha durado poco. Los apagones son buenos. La gente sale a la calle. Ojalá más apagones. Es tal cual. Esa es la evolución. ¿eh? O sea, fíjate lo de Beatriz Corredor hoy. ¿no? Eh, Beatriz Corredor, ahora lo repasamos con Bert. Ha hecho una t u r n é e Por、sí. medios muy selectos. Sí, sí. Vamos、Dos. a decirlo así. ¿no? Sí, sí, o, queda, queda uno ¿eh? que nos va a contar. A、eh, entonces dice Beatriz Corredor,、eh, le pregunta, ¿usted dijo que esto no podía ocurrir? Y dice, bueno, sí, ya, el riesgo cero.、Y、dice, ¿puedo asegurar que no vaya a ocurrir de nuevo? Ya, ya le he dicho que en un sistema físico el riesgo cero. Vamos a ver. O sea, dijo que no podía ocurrir y ahora dice que no puede asegurar que no puede volver a ocurrir. <risa> bueno, pues está no, bien, es triste, una evolución. Lo triste, el caso es que la propia Beatriz Corredor hace poco dijo. Que podía ocurrir. Hace poco, en un informe que hubo y que envió a la CNMC y que envió un informe de la situación de la red eléctrica, dijo que una situación podría ocurrir.、Eh, y la gracia de esta mañana es que ha llegado a decir que sabe la causa de, que, de lo que ha ocurrido, pero que no lo puede decir todavía porque quiere profundizar en, en, en las causas. No、eh, s e blanco y en botella. Eh, aparte, eh, no, sé, no sé cómo decir.、Eh, Vamos a decirlo claramente: la gestión del suministro eléctrico corresponde a red eléctrica. Si la gestión del suministro eléctrico corresponde a esta entidad, ¿de dónde proviene el problema? Si pudiera haber un problema de una empresa privada, la propia red eléctrica puede decir a Iberdrola, a Endesa o a quien sea: oiga, usted arregle lo que tenga que arreglar. Pero es red eléctrica en la que tiene que gestionar el suministro para que llegue a tu casa o para que ahora mismo nos esté escuchando la gente, o que nos esté viendo la gente, o que o tengamos aquí luz. Ahora entrevistábamos o sea, a, la, a la presidenta de la Asociación、uh -huh. de las Empresas Eléctricas y nos decía: hombre, no tiene mucho sentido que aparezca el CNI ¿no?, en las empresas a reclamar una información que ya tienen, tiene. Porque quien tiene toda la información d e red eléctrica, de todo lo ocurrido. Si、sí, ha detectado noche, con... una anomalía en algún punto. No tiene más que decirlo. ¿eh? Eh, Bert, eh, que, eh, decíamos que Beatriz Corredor ha hecho una turna muy selecta por medios muy selectos.、Eh, ha estado en la cadena Ser, ha estado en Televisión Española y ahora en el diario El País. Hace pues,、eh, 20 minutos más o menos que ha subido el país una entrevista con Matiz Corredor, efectivamente hecha esta tarde en la sede de Red Eléctrica. El titular es El riesgo cero no existe, que se lo digan a Francia o a Italia, que han tenido problemas similares. La presidenta de Redilla asegura que el, asegura que el fallo que provocó el apagón no estuvo en red eléctrica y añade: No es cierto que la nuclear sea más segura para el suministro ni que las renovables hagan más vulnerable el sistema. Hay u n a pregunta interesante que he visto por aquí. Eh, respecto a la entidad,、eh, el, el tipo de la, de la, de la entidad. Bueno, le p r e g u n t a a antes si se ha sentido desautorizada como gestora del sistema. Dice que no, en absoluto. Y la siguiente pregunta es: ¿Por qué no se, sintieron, pero se sintieron con, no se sintieron concernidos cuando el presidente del gobierno habló el martes de que va a exigir responsabilidades a los operadores privados? Contesta: Nosotros somos una empresa privada, somos el responsable de la red de transporte de energía a través del sistema por mandato legal. Y es verdad que somos una compañía cotizada y privada. Nos tenemos que sentir concernidos porque es para lo que existimos y es nuestra razón de ser. Y por tanto, que se exijan responsabilidades a todas las sociedades privadas. Que correspondan. Le pregunta, por ejemplo, luego sigue la respuesta, pero otra pregunta es: ¿por qué,、eh, sin saberse todavía qué ha pasado, ya se está apuntando a las empresas energéticas? Es evidente que el sistema eléctrico español ha fallado. Cuando el sistema falla, lo normal es preguntarle a los que operan en todos los niveles qué ha ocurrido. Entonces, ¿qué pasó? Y vuelvo a explicar lo de los 15.000 megavatios. Perdidos, explica que la primera vez que se produjo la desconexión se recuperó el sistema, pero la segunda vez, un segundo y medio después, no se puede recuperar. Es imposible que un sistema que pierda el 60% de la demanda se sostenga. Y así, bueno, la entrevista es bastante, bastante extensa. Vuelve a disculpar a las renovables.、Eh, y alguna, ver, alguna otra pregunta que esté bien. Mm -mm. Bueno, sobre todo al final, es que la entrevista, insisto, es、sí. larguísima. Cuando dice, si no、ah. se conoce la causa, podría volver a ocurrir lo mismo en cualquier momento. Dice, hay que esperar a saber cuál es la causa, pero cuando se sepa, se van a tomar todas las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir. Pero a día de hoy, lo que estamos haciendo es operar el sistema en modo de emergencia para tener más seguridad. Bueno. bueno. Y sigue en s la extensa entrevista. Pueden leer ya los usuarios del país y mañana en papel, supongo. Yo quiero comentar una cosa de lo que señalabais antes de esto de la, la celebración del civismo, ¿no? y ahora otra cosa sobre, sobre la figura de Beatriz Corredor.、Eh, yo creo que dentro de este discurso trampa ¿no? que estabais denunciando, es, creo que de, uno de los trucos que se está haciendo es si hubo civismo. Eh, si hubo este comportamiento fantástico de la población, si la gente se prestaba efectivo en las colas de los supermercados, si、eh, la gente se acercaba a su vecino a asegurar que todo estaba bien, eso sí debe de significar que lo que pasó no fue tan grave. n o Porque demuestra que la sociedad tiene esta enorme capacidad de autorregulación y si se hubiera prolongado durante algunas horas, pues realmente no habría pasado nada. Y quiero decir que es, o sea, es todo lo contrario. O sea, Que tuviera la sociedad que demostrar. Ese civismo y ese preocuparse por los demás y ese llenar los huecos del sistema es un síntoma de lo grave que era la situación. O sea, quizás no lo percibimos como tal, porque de nuevo, era una tarde soleada, todo era muy amable, los niños estaban en el colegio hasta la hora en la que la mayoría pudimos recogerlos, etcétera, etcétera. ¿vale? Pero que la gente tuviera que dar un paso al frente y responder a una situación excepcional y que lo hiciera bien, de nuevo, eso significa que la situación ya era muy grave. De nuevo, con la pregunta de. ¿Qué hubiera ocurrido si el apagón se hubiera prolongado seis horas más? ¿Vale? Porque el civismo se puede ir desintegrando muy rápido a medida que la situación va cambiando, los recursos van escaseando o la gente va sintiendo mayor no, de miedo. Hecho, de hecho, ¿Vale? David, el propio alcalde de Madrid, ha dicho que lo que más temió él fue la noche y recomendaban todo el rato que la gente no saliera por、eh, la noche porque por es... la noche podría haber algún tipo de situación límite. Es que, ¿no? es, es que esa es la cuestión. Precisamente diseñamos estados, diseñamos sociedades altamente complejas. Para no tener que depender de que el desconocido que tienes delante quiera ayudarte o no,、claro. o quiera robarte algo o no. Es que todo el sistema que hemos diseñado es para no tener que depender de la generosidad espontánea pero, pero del problema. Pero, David,、eh, yo creo que eso、eh, desplaza. Completamente el sujeto de la responsabilidad. Es decir, aquí nos podemos hablar de la templanza, la moderación, la cordialidad. Entiendo que la noticia sería lo contrario, que hubiera saltos, que entonces nosotros lo contaríamos, ¿no? Porque nosotros presuponemos que vivimos en una sociedad civilizada. Por otro lado, el español no tiene que demostrar que es una persona que en situaciones límite、pues, se comporta como es debido. Digo porque ya son、eh, muchas las pruebas a las que ha sido sometido el, el, la sociedad española.、Eh, por no ponernos Cursis, porque ahora, claro, el, el lenguaje de los sociólogos, que es otra cosa que emerge en estas y es verdaderamente terrible, ¿no? grimoso.、Eh, vamos a ver, la crisis económica: España lo atravesó oye, con un 25% de paro ¿eh? Sí, sí. Eh, y con una paz social,、eh, con unas redes familiares que funcionaron y que sostuvieron a muchas personas que habían caído en desgracia. La pandemia no tuvo el, la violencia que vimos en otras sociedades. Probablemente esto tenga que ver con, con una cultura, con una tradición, con una tradición católica, probablemente, o, y, y también con una configuración social mediterránea en la que la familia tiene una importancia muy grande. Bueno, somos sociedades, efectivamente,、eh, pues, que, que vivimos muy bien en comunidad. Bien, ya está, asumámoslo. Ahora, esto de que sea el gobierno. El que esté todo el día, o sus portavoces oficialistas,、eh, evaluando cómo se ha comportado la sociedad, como sugiriendo que ha estado a la altura de su gobierno, que es lo que nos están diciendo, a mí me resulta ya muy incómodo. Mire, la templanza, la, la convivencia, la educación, ya la demostró usted ayer. Ahora tiene todo el derecho a sentirse indignado. Todo el derecho. Porque solo faltaría. Que ahora vaya a ser el gobierno el que le evalúe usted y no usted al gobierno. O sea, aquí el que no estuvo a la altura es el gobierno. Sí, sí, a mí también me impresionó mucho que cuando Madrid parecía todo el nudo de manoteras, todo Madrid,、eh, <risa> y, y, y todo era Kinshasa y Bombay,、eh, oye, aquí no se produjeran más choques. Y, pues sí, se despierta una cierta conciencia cívica en la gente que sabe que está en una situación extrema, deja pasar a este, el de la motocicleta、eh, no, no se cuela como habitualmente, el otro. Sí, pues sí. es bastante impresionante, ¿no? Como funciona como un organismo autorregulado. Porque no es verdad que la policía se hiciera cargo de la situación, porque la policía no da abasto. No podía. No, no da podía, abasto. No. La policía llega hasta donde llega y se pone en cuatro cruces y bastante que hace. Si no ocurrió algo más grave, pues la gente p u e sí s se d e s p e r t a una conciencia mínima. Y ahora ya, asumido esto, dejen ya esa cursilería. Porque esto es tanto como decir, ah, es que está a la altura de su gobierno. que que... es lo que? Lo que decías, Rafa, de razones para que el ciudadano se sienta agraviado, ¿no? Yo creo que. Una buena parte de la sociedad española tiene esta impresión generalizada y la tenía desde antes del apagón. de Tenemos un sistema que no funciona bien y que no funciona del, o del todo bien o de todo lo bien que nos gustaría, en parte porque en puestos de responsabilidad técnica, en puestos de una enorme importancia dentro del sistema, pero que realmente requieren conocimientos técnicos y no experiencia política, se ha colocado a políticos. Y se、sí. ha primado la colocación de políticos, y además ni siquiera de los políticos más competentes, sino sencillamente de los más afines a un dirigente concreto, a una corriente concreta, etcétera, etcétera. Esta impresión ya la teníamos, y creo que es una de las razones de la inquietud que un ciudadano podía sentir razonablemente a medida que se desarrollaba el apagón, y tenía que imaginar: bueno, yo sé que en algún lugar del país hay una sala en la que una serie de personas importantes están intentando corregir eso, pero ¿quiénes son esas personas importantes? Y por qué están ahí. n o e s o es la, la señal de inquietud. Pero luego, encima, aparece la figura esta de Beatriz Corredor, que co confirma casi el retrato robot de, esto, de esta impresión que tiene el ciudadano de lo que no funciona en el sistema. Es alguien en un puesto eminentemente técnico, con un sueldo impresionante, que si no recordábamos que fuera política, ya nos lo ha recordado ella, saliendo que 72 horas después. De cuando sí, 50, tendría que haber compare, comparecido, o de, de que me empezara el apagón o, o lo que sea, para decir que no va a dimitir y que todo se ha gestionado bien y que,、eh, por supuesto, en esa casa se ha trabajado bien y que seguimos teniendo el mejor sistema del mundo. Es decir, comportándose exactamente como una política, que es justo lo que ahora mismo el ciudadano no quiere saber que está al frente de, de Red Eléctrica. Estoy absolutamente de acuerdo con, con David. O sea, la comparecencia de esta señora o sea, ha confirmado ella, que el operador del sistema eléctrico español está en manos de una vulgar aparachic del Partido Socialista. Y además, con muy poco sentido del, del pudor. Como decía David, lo que ha tardado en aparecer y ha dicho que no va a dimitir. Hombre, con 546.000 euros mensuales antes se deja degollar. Anuales, anuales.、Eh, anuales se deja degollar.、Sí, si fueron mensuales.、No. Eh, Sería Mbappé. En el, el, el, el, el, entonces, las, ella ha dicho, además, lo que ha sido increíble es que el argumentario ha sido el, de, el, de, el mismo que Sánchez. Las renovables no han tenido nada que ver con el apagón. Cuando llevamos oyendo, cuando la propia red eléctrica dijo que este apagón estuvo precedido por perturbaciones derivadas de una pérdida masiva de generación fotovoltaica en el sureste, al margen de que luego se tenga que averiguar cuál es la causa, pero evidentemente la, la, las renovables están ahí. Luego que esta casa dice se ha trabajado bien. Mentira. Hoy habéis mencionado a este señor, al experto Jorge Sanz, que hablaba esta mañana, y como él, otros muchos. Eh, insistiendo en que hubo una mala gestión del propio operador porque no equilibraron los tipos de energía en el momento del, del apagón、eh, y que es esa su responsabilidad. Y luego, ya el c o l m u s que no ha descartado el ciberataque, siguiendo a Sánchez, a pesar de que el propio director、sí. de servicios de operación de, de red eléctrica descartó rotundamente tal hipótesis.、Eh, claro, previamente, además, yo. En fin, es un tema, como siempre nos pasa, cuando ocurren estas cosas que tenemos que documentarnos como podemos, porque además es un tema muy complicado. Pero sí he visto una pequeña cronología、eh, que atañe directamente a Beatriz Corredor, y es como en el año 2020, que es cuando ella asume el cargo, los expertos de red eléctrica alertan de que la integración masiva de renovables en la red iba a tener un impacto、eh, considerable en la estabilidad y proponían una serie de medidas que no se han puesto en marcha. O que se ha hecho de forma muy lenta. En enero del 25,、eh, Red Eléctrica reconoce ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que hay problemas de control de la tensión en el sistema es. y que la red ha llegado a sobrepasar los umbrales permitidos. Y en febrero del 25, Redella reconoce ante inversores el riesgo a corto plazo. De desconexiones de generación por la elevada penetración de las renovables y cómo esta inestabilidad podría impactar en el suministro eléctrico y en la reputación de la compañía. Lo reconocen ante inversores privados, pero、eh, de cara al público,、eh, Corredor rechaza que haya riesgo de apagón.、Eh, a, los expertos llevan más tiempo alertando de este, de este peligro. Entonces, esta simple cronología. Ya debería llevar a la dimisión de corredor si viviéramos en un país con un mínimo nivel de, de exigencia. Yo quería añadir en, en esa línea argumental de la doble vía a Jordi Sevilla, que es una persona interesante ¿no? a tener en cuenta,、sí, exministro, expresidente de Red Eléctrica, que repite las dos cosas. Una, el Plan Nacional de Energía y Clima se planificó desde un despacho con demasiado mesianismo renovable, textual. Y dos, él mismo dijo también, y lo lleva diciendo d e hace tiempo, por eso fue presidente de Red Eléctrica, que el sistema había que renovarlo y modificarlo ante las nuevas energías que estamos utilizando. Entonces,、eh, aquí que nos quieran vender la moto que intentó vendernos ayer el presidente del gobierno, por cierto, 24 horas después, porque el primer señor que salió, si os a c o r d á i s de la comparecencia, si escuchaste la comparecencia del pobre técnico que salió. Diciendo primero, no sé nada. Segundo, dijo aquella frase de 6 a 12 horas、eh, iba a volver la, el, el sistema.、Eh, ayer salió Pedro Sánchez y desvió el, el tiro por dos lados. Dijo claramente que la, la culpa la podían tener, entre comillas, las empresas privadas. Y luego sacó a relucir el tema de que podía ser un ciberataque, cuando efectivamente Recelética, desde el primer minuto, dijo que eso no era lo más importante en este asunto. ¿no? Entonces, claro, estamos ante una situación en que si hablamos con diferentes expertos que no tienen nada que ver con el gobierno actual, pues dan otra versión completamente distinta. Entonces,、eh, este gobierno está marcando una línea clarísima a su favor y efectivamente, como estábamos comentando antes, intentando establecer un argumentario que repite una otra vez en el formato Pedro Sánchez. Es que volvemos a lo mismo. n o Tenemos la complicación de que todo esto, como señalabes, es extraordinariamente técnico. o ¿no? n Y yo aquí también. Tengo la preocupación de. Nosotros ya creo que tenemos una esfera pública bastante débil, débil a la hora de controlar los、eh, excesos del poder. Y creo que el, si teníamos alguna duda al respecto, los últimos siete años lo han demostrado.、Eh, hay un elemento de presión de la opinión pública que no consigue hacer que los políticos tomen、eh, decisiones o asuman responsabilidades ante, ante sus fallos. ¿no? Eh, si eso ocurre con cuestiones muy evidentes, como por ejemplo la amnistía, La amnistía es que,、no、había, es que no había que explicarla. Es que era clarísimo por qué era una indignidad y por qué era lamentable y por qué era criticable. ¿no? En esta cuestión tan técnica, yo sí que me temo que la opinión pública se perderá en, en los detalles ¿no? y en esto de intentar establecer estas cuestiones del mix energético, a quién corresponde, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, cuando lo que vamos viendo en los últimos días, como señalabais, es esta impresión de un gobierno que dice que va a llegar al final del asunto. Pero ya nos va dando indicios de que lo que quiere es encontrar un culpable útil.、Claro. No un culpable, no, un no. culpable útil.、Claro. Y un relato útil sobre lo que ha Pero, David, sucedido. La ciudadanía en este caso, porque nos hemos visto afectados todos y todos los españoles. Están muy cabreados,、sí. muy enfadados. En el sentido, va, que tú ta, me puedes explicar, noto,、sí. yo técnicamente no tengo ni idea. Y, y el señor de al lado que vive a mi lado tampoco. Pero la realidad es que ese día yo no pude, tuve un montón de problemas. Y hubo gente que lo pasó muy mal.、Sí. Y eso lo hemos vivido todos, en mayor o menor grado. Entonces, aquí hay una explicación. Es no sé cómo d e c i r t e La realidad que, es que se había advertido. Claro, q u e los expertos, además, los expertos de diferentes lugares, áreas y más pronucleares y menos p r o c o i n c i d e n absolutamente. Si es que es una pues, cuestión de sentido común. Claro, entonces. Sí, todo y, esa, luego esa hay una realidad que a, aquí ha habido un fallo. Es como si en este edificio de repente se va la luz. Pues el jefe de este edificio dirá: ¿de quién es la culpa de que este edificio se vaya la luz? n ¿No? o sea, dirá, Porque yo lo primero que pensé en mi edificio, yo en la redacción cuando estábamos haciendo una entrevista a Vicente del Bosque. Que si queréis, os lo cuento luego.、Ah, ¿sí? eh, eh, Estamos haciendo la entrevista y se fue la luz. Y yo pensé que era de mi edificio. Sí, yo también. Sí, no, y automáticamente llamé al gestor que lleva mi edificio y le dije, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando?、Y、dice, no, no, no, José Manuel, es que esto es un tema nacional. Lo mismo. Sí, yo, yo, lo primero que dije es malditos armónicos, porque hay un problema de armónicos en el barrio. ¿Sabéis esto?、Eh, bueno, para que nos vamos a explicar, ya estamos poniendo suficientemente técnicos que de vez en cuando pues, tiene que venir un técnico n o y entonces cambia algunos,、eh, ¿cómo se dice? A, a, los automáticos. Entonces ya, bueno, tal, entonces ya funciona. Y, pero ya salí y dije, no, creo que no son los armónicos esta、ah. vez. Pero bueno, bueno, en fin. En esto que señalabais、eh, de la gente está cabreada, ¿no? O la gente tiene. O sea, la gente que lo pasó muy mal ese día, por supuesto que tiene razones para estar cabreada, pero que en general la gente sabe que ese día pasó algo gordo.、Sí. Es un síntoma de un gobierno y también de toda una clase opinadora periodística que apoya a ese gobierno de su desconexión de la realidad, que tras esa experiencia crea que el mensaje que hay que transmitir es: en realidad、eh, lo que se ha visto es la fortaleza del sistema. Eso es. O sea, ¿hasta qué punto estás tan metido? En la idea de defender al gobierno más allá de analizar la realidad,、sí. que ¿crees ...que que esta experiencia dramática e inédita、mm. te, te puede llevar a decir de manera convincente a un ciudadano normal? Esto demuestra que el sistema va bien. Sí, Es un simulacro que hemos hecho n o para que usted compruebe、Exacto. qué bien funciona. Hablando de r e s p e Berber, que no. tiene que hacer su trabajo, Maite. No, no, no.、Eh, ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo la portada de ABC que me acaba de llegar y que es muy interesante porque lleva un titular que desmiente un poco lo que vamos a contar luego en la cosecha digital, digamos. Corredor pierde el favor de Sánchez. Y viene un entrecomillado que me resulta un poco misterioso, necesitaría un poco más de contexto. Ahora no es el momento, Beatriz. La tensa reunión con las energéticas arrancó con la amenaza de recurrir al CNI y acabó con la responsable de red eléctrica cuestionada por el presidente. El gobierno blinda a Rivera y a su sucesora, pese a las críticas del sector y de que desoyeran la petición de Seguridad Nacional de actualizar el protocolo. p o r q u é decimos que es contradictorio. Porque la... es, pero esto es interesante. Lo, luego lo comentamos más, pero esta, esta frase ahora no es el momento, Beatriz.、Necesito、que nos de, recuerda, contexto, ¿no? que nos recuerda que... a una reconvención durante、mm. la pandemia que le hizo a Nadia Calviño. Eh, claro, es que la trata como una ministra. Es que es, que es el problema. O sea, cuando tú nombras en, en, un, en un organismo que debería ser autónomo, como es Red Eléctrica, a una exministra socialista, la tratas como si fuera una ministra socialista, porque la ha nombrado él. eso De ahora no es el momento, pues probablemente la que tenga que decirle:、eh, Oiga, pues te, te voy a explicar, Pedro, si quieres,、so、vamos a, o, o le voy a explicar, presidente, si lo quiere tratar con un poquito más de distancia, eh, eh, lo que ha ocurrido aquí. Y entonces ella, que entiendo que será la que tenga la información, pero no, es que、eh, si además la imagen es tan reveladora, la imagen es la de un tribunal. q u e es lo que ha querido escenificar Pedro Sánchez en l Amoncloa? El gobierno, a un lado, pidiendo explicaciones a, a las empresas y al operador, que incluye dentro de ese magma que son los operadores privados. Y entonces, llegaremos hasta el final de todo esto, vamos a exigir las responsabilidades. Es decir, la parte、eh, la parte activa en la exigencia de responsabilidades y la parte pasiva, que son aquellos que están respondiendo ante ellos. Y por cierto, una mirada fulminante hacia uno. De los consejeros delegados, muy, muy tal. Es,、sí, es, es la portada. Curiosamente, fíjate que la foto es de, sería de hoy, o sea, es de ayer, sería de hoy, ha sido, ha sido portada hoy en la vanguardia y, sin embargo, es la portada de mañana de ABC, esa misma foto, para ilustrar la información que os acabamos de, de contar. Y decíamos que era un poco contradictorio porque, bueno, hay cosas que se parecen y cosas que no tanto. El país, por ejemplo, califica como tímido el respaldo del gobierno a la presidenta de Red Eléctrica. El gobierno mantiene muy fuerte la presión sobre el sector eléctrico para que le den ya mismo, hoy si、sí、es posible, hoy es hoy, ¿eh? porque es la edición digital, todos los datos de los que disponen sobre los. Cinco segundos en los que se originó el mayor apagón de la historia de España. Fernando Valls, en la vanguardia, nos cuenta que el objetivo del Gobierno es conocer de forma fehaciente qué causó el nivel cero energético a nivel nacional. Y según sus fuentes, las empresas asistentes mostraron su total colaboración a esta petición. Los representantes dejaron claro que iban a suministrar al Gobierno toda la información que se le solicite. Y llegado el caso, permitirían a los especialistas del CNI en acceder a sus sistemas internos. Marisol Hernández, en el Confidencial, la Moncloa no se apea de la tesis de un posible ciberataque que produjo el gran apagón de este lunes. A pesar de que Red Eléctrica lo ha descartado, el gobierno considera que su diagnóstico no es suficientemente rotundo. Argumentan que sus conclusiones afectan solo a la evaluación de las redes de transporte de la energía. Pero, ¿qué cuenta Juanma Romero en el Independiente? Que el gobierno、no、quiere sumar una crisis política, política está escrito en cursiva, por el apagón del pasado lunes abriendo una guerra con red eléctrica. Sánchez, por tanto, mantiene su respaldo al corredor y al menos por ahora no forzará. Su salida, así que a ver que fue Beatriz no es el momento. La razón remarca en su titular que Corredor escogió una radio afín para hacer sus primeras declaraciones. Hay mucho didactismo, por cierto, dos días después, a veces explica cuál es el proceso que hace que salga la luz del interruptor y el país por qué la radio siguió funcionando. En opinión firmada, Agustín Peri de ABC que define a Sánchez como el príncipe de las tinieblas. Genera desasosiego que el empeño del ejecutivo no sea encontrar el problema para hallar la solución, sino el oscurantismo con el que esconder su culpa. Al aire Iglesias, las、eh, palabras de Cron. Corredor le han parecido alucinógenas. Y Maruenda en La Razón nos dice: Hay que dar las gracias a Sánchez por haber tenido la lucidez de nombrarla a ella y no a mi perra Lolita.、Oh, check, check. check, porque su gestión al frente de Red Eléctrica hubiera sido similar, pero no estoy seguro de que se hubiera sentido cómoda con las entrevistas en la radio y la televisión. No está acostumbrada. Hay mención a la perra Lolita, hay mención también al millonario Contreras. ¿Cómo? ¿Dónde aparece el m i l l o n e r i o Contreras? Pues te lo busco. Mira, justo lo tengo aquí. Hay que dar las gracias a Sánchez. No sé qué, esto es lo que te he contado ya. Y la última frase serio,、no? es: Cuando un sueldo que supera el medio millón de euros Y dedica d a la opción empresarial, es lógico que hace tu e s f u e r algunos ataques, más que justificados, a la espera de que una nueva noticia sea manejada por la Moncloa. Y el multimillonario Contreras para d el tema. Ah, m u l t i m i l l o n a r i Cuidado. Bueno, nada, el viernes le preguntamos ¿eh? a, a Maruenda, que ya s a b e s que los viernes tienen mención especial. Venga,、eh, bueno, adelante, adelante. No, iba a decir que es que、eh, Pedro Sánchez tampoco puede、eh, ocultarse porque el gobierno tiene muchísima responsabilidad. En primer lugar, por un plan nacional de energía que diseñó Teresa Rivera, a la cual el, te el Telegraph hoy dedicaba、eh, una información. Hablando de cómo ese plan ha podido sentar las bases de los cortes de energía catastróficos, es un plan que、eh, apuesta por que la generación eléctrica provenga de las renovables a un 80% en el año 2030 y se cierren todas las nucleares, siguiendo ya, de, de. el modelo alemán, que es el modelo absolutamente fracasado. Y cuando todos los expertos asumen que, para que las renovables, en tanto se van desarrollando y van ampliando su capacidad de almacenaje, necesitan. Eh, convivir con una energía como la nuclear que es segura y que es.、Eh, o, o las hidroeléctricas también. n o、eh, Y de hecho, los países modélicos en ese sentido, y además de, de, de, de poco contaminantes, son Francia y Suecia. Alemania, en cambio, cerró por completo las nucleares y ahora está reabriendo las centrales de carbón. Entonces, o sea, es, esa apuesta que es dogmática,、eh, Teresa Rivera no es científica,、eh, es abogada y además. Sectaria. Entonces, ha hecho caso omiso a todas las recomendaciones. Sánchez ha insistido en que van a seguir apegados a este modelo y, sobre todo, desde el año 2020, y eso también lo c o m e n t a b a i s en la brújula de la economía y lo comentaba Rodríguez Burgos: es que no se está invirtiendo lo suficiente en la red eléctrica para modernizarla y también para las propias renovables, para actualizar las renovables y posibilitar el, y ampliar la capacidad de. De almacenaje, es decir, que están las inversiones por debajo de lo necesario. Y eso sí es responsabilidad del gobierno. Entonces, Sánchez tiene ahí que responder y, por supuesto, no lo va a hacer. ¿no? Claro, es responsabilidad de, de, de mantenimiento, de, de cambio y de seguimiento. Es que, es que el gobierno, aunque sea una empresa privada en la que lo está gestionando como red eléctrica, aunque con una parte importante de apoyo de las EPI,、eh, al final, esto estamos hablando de un sistema eléctrico. Que no solo responsabilidad del Gobierno, sino que también indirectamente responsabilidad de la Comisión Europea, de Bruselas, que nos mira y, y determina qué estamos haciendo en España. Es que hemos llegado ya a picos del 80%, ya, ya el año pasado, a picos del 80% con energías re renovables. Es que ese es el problema. Es que llevamos ya muchos años utilizando energías renovables、eh, en contra de las energías diferentes de, de este país y como las centrales nucleares, que, que tiene, el 2030 cierran todas. Entonces tenemos una perspectiva. Que o el sistema se moderniza, se adapta, se cambia, se invierte el dinero que hace falta. Por cierto, a h í y hemos d a d los datos de que、eh, Redella gana 130 millones este año. O sea, que inviertan dinero, que ganan dinero. Que para eso está también, para invertir el dinero que, que se gana. Y ¿no? bueno, y Sánchez mintió también en su comparecencia acusando o responsabilizando a las, a las nucleares del, del apagón, cuando es todo lo contrario. O sea, estaban a mitad de, de, de potencia, estaba el 50% solo en utilización, porque habían cerrado porque no les es rentable, porque el gobierno las está asfixiando y,、eh, según los expertos, que yo no lo soy, Eh, incluso eh, expertos que de, vienen del sector de las renovables, era fundamental que hubiera más energía. Si hubiera habido más energía nuclear en ese momento en funcionamiento, no se hubiera dado el apagón total、sí. el que se dio. A ver, volvemos a esto que comentábamos antes: ¿no? de, ¿qué es lo peor que sospecha el ciudadano del sistema? ¿no? Antes hablábamos de la cosa de. Colocar a políticos en cargos técnicos para los cuales no están preparados. Otra cosa que creo que sospecha el ciudadano del sistema es que se toman decisiones muy cortoplacistas y que incluso cuando se pueden ver problemas a largo plazo, Por ejemplo,、eh, imagino que algunos de ellos recogidos en aquel famoso informe de 2050, ¿os acordáis?, de prospectiva,、oh. todos estos expertos, etcétera, etcétera. Incluso cuando se pueden ver problemas a largo plazo, como los derivados de la falta de inversión en la red eléctrica, no se toman las decisiones necesarias en una cuestión que tampoco puedes ver que pudiera tener un coste político. ¿no? Es que ni siquiera puedes decir, no, es que eso es un tema. Imposible políticamente, no podrían venderlo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la razón de que no se haya invertido、eh, más en modernizar、eh, nuestra, nuestra red? no? Claro, esto se junta con la, la idea, n o esto de que se e s t á insistiendo en la hipótesis del ciberataque. Claro, es interesante plantear qué sería más inquietante para el ciudadano. ¿Que hubiera sido un ciberataque o hubiera sido un fallo técnico? Porque puedes argumentar por cualquiera de las dos como algo que debería preocuparnos más. Pero en realidad, lo que desde luego nos preocupa. Nos preocupa Es que en ambos casos demuestra que no estábamos preparados para una eventualidad muy seria y que al tercer día de ello seguimos sin tener un relato oficial de qué es lo que pasó y por tanto sin tener una explicación oficial de cómo se puede garantizar que no vuelva a ocurrir. ¿no? O sea, Hasta cierto punto, ya está el para el ciudadano es irrelevante si fue un ciberataque o si fue un fallo técnico.、Sí. Porque igualmente demuestra que el sistema no sabe cómo protegernos, no sabe cómo protegerse de. Una、sí. caída masiva. Pero con, con un matiz, fíjate, porque ¿a porque e dónde envía el, C, el CNI、eh, el gobierno?、Sí. ¿A dónde lo envía? ¿no? A las empresas privadas. ¿Por qué? Porque lo que le gustaría realmente sería localizar un、claro. ataque informático en una empresa privada que demostrase que hay una falla de seguridad en una empresa privada. Y que la responsabilidad, por tanto, es de una empresa privada que o no invirtió lo debido en seguridad o consiguieron vulnerar sus sistemas. O el, el ciberataque desde el principio. Fue la gran hipótesis deseada. n o p o r q u e p r i m e r o provoca mucho confort, n o el saber que hay alguien que ha provocado todo、Me、esto. Es que el, el, el que ataca siempre es malo. o ¿no? Eso es. Entonces, Pero sobre todo porque permite eludir el debate esencial, que es un debate político, efectivamente,、claro. que es la decisión que se toma de,、eh, hacer, un, de hacer un exceso、eh, de, de inversión, probablemente en renovables, y encima no saber balancearlo cuando es debido. o ¿no? n y, y, y porque, efectivamente, probablemente. Y esto me hago cargo de que es una presunción, pero es bastante. En fin,、eh, hay, hay indicios de que es así, ¿no?、Eh, probablemente estaba jugando a a p r e n d i z de brujo con el, de, tratando de demostrar que las centrales nucleares se p u e d e vivir sin ellas, prescindiendo compl completamente de ellas.、Mm -hmm. Por eso inmediatamente sale a atajar esa, esa vía de agua y dice: las centrales nucleares que nadie me las mente. Y. Con las centrales nucleares, por cierto, se desactivan. O sea, no, no es que se desactiven y entonces adviene el fallo, no, es que ocurre el fallo y entonces las centrales por seguridad se desactivan. Y sí, tratan más en, en, en recuperar el, el flujo energético y el resto.、Eh, y, pero, y, y, sobre todo, y sobre todo, querían demostrar que únicamente con renovables. Se podía、claro. se podía hacer un mix energético, que claro, ya no sería、claro. un mix, claro. claro. Claro, y de hecho, en la rueda de prensa, de las pocas preguntas que se hizo al presidente del gobierno, la pregunta de la nuclear fue, del a n u c tema de la central nuclear fue la que más reaccionó él.、Claro. La que más políticamente reaccionó en contra de la central nuclear. De tal forma que fue una respuesta política, no fue una respuesta、claro. eh, eh, energética. ¿O、no、están dispuestos o a reconocer que a lo mejor se han equivocado en sus planteamientos? Claro, esa es la historia. Creo que tenemos preparado a nuestro cronista de, de provincias. A saber, a saber dónde se encuentra. porque La última vez le, le pillamos en Roma. Hoy es otro miércoles sin sesión de control en el Congreso. Otro miércoles en el que ya suena de lejos a la, a la sintonía de nuestro cronista de provincias, pero no sabemos dónde, dónde está. Peláez, ¿qué tal? ¿Estás ahí, José Peláez? Pues buenas noches. Aquí estoy, Rafa. Como bien dices, tampoco hemos tenido hoy sesión de control. Esta gente、eh, trabaja menos que Beatriz Corredor. Mira, cinco miércoles h a tenido el mes de abril y una sola sesión. Para más escándalo,、eh, en aquella sesión no estuvo Sánchez. No sé si recuerdas que le pilló en Vietnam con Famí Chinh, aquel político que sonaba un poco a Ho Chi Minh y un poco a t e l e t a b i Se habló por entonces de aranceles. ¡Ah, qué tiempos aquellos en los que nos importaban los aranceles! Y un poco antes nos interesaba incluso el rearme te acuerdas qué cosas el rearme algo que parece ya casi prehistórico ahora s o l o interesa el apagón hablando de prehistoria a mí me volvió、eh, me pilló como dices volviendo del vaticano de roma y me l i b r é por los pelos la verdad en cuanto se fue la luz como todo españolito me fui a por un transistoria por unas pilas、eh, porque yo a lo del kit evidentemente no había hecho ni caso a mi kit me recuerda al coche fantástico Y ya sabes que no sé conducir, así que bueno, desconecté inmediatamente. Reconozco que cuando yo volví de la calle, estuve tentado de ponerle a hacer una crónica de ambiente, de esas églogas pastoriles que hemos visto estos días, hablando de los majos que somos, de lo bien que nos tomamos todos, del gran país que es España y de lo majestuoso que es nuestro sistema energético. Bueno, que si las terrazas llenas, que si los peluqueros cortando el pelo en la calle, que si las señoras con los rulos ahí alrededor del transistor. Cuando me vi escribiendo las primeras palabras, paré de golpe y me pregunté a mí mismo: ¿Pero qué estás haciendo? O sea, ¿que por culpa del gobierno de este país y de red eléctrica nos quedamos sin energía y los periodistas nos ponemos a hablar de peluqueros? ¿De verdad el día que nos enteramos de que estamos en manos de gente capaz de llevarnos a un apagón por sectarismo ideológico, vamos a ponernos a hablar del maravilloso país que es España? Mira, hemos leído crónicas y t w e e t s vergonzosos, que a algunos pues, solo les faltaba dar gracias a Pedro por lo bien que nos hemos ido a negro. Como en a m a n e c e que no es poco, no sé si te acuerdas, cuando aplaudían el fallecimiento de un paisano diciendo q u é irse, q u é apagarse. Pues, no sé si os acordáis cuando en Paiporta、eh, eso de ayudarse unos a otros era un poco pues, de fascistas. n o Bueno, pues ahora que solo esté involucrado el PSOE, resulta que ayudarse es de seres de luz, con sus risas y sus fuegos de campamento. ¿Y sabes lo que te digo? Que ayudas está muy bien, claro, y muestra que somos civilizados.、Eh, pero que ni entonces ni ahora hay nada que celebrar. Todo esto es consecuencia de cosas que nunca deberían haber pasado. La gente debería haber salido a la calle, sí, pero para pedir responsabilidades, para exigir cabezas y para dejar claro que no vamos a dejar que jueguen con nuestra seguridad por unos meses más en Moncloa. Las pérdidas son millonarias. Mucha gente lo ha pasado muy mal y al menos cinco personas han perdido la vida. Y esto pues no son cosas que pasan como. Como q un é sé yo, u un maremoto, una úlcera, un padrastro. Esto tiene responsables, empezando por, por Pedro Sánchez, a que le ha faltado decir que él es una víctima en lugar de un culpable. Así que espero que me disculpes, pero no pienso hacer una crónica costumbrista, que a lo mejor era lo que tocaba. Yo quiero vivir en un país civilizado, con gente al mando que, nos trate, pues, con, que no nos trate como ha ganado. Y de paso con periodistas a la altura. Que a algunos solo les ha faltado que abrieran la puerta de la jaula y les echaran así el pienso a p a r a d a s Y ya que estamos, también hay muchos de esos nostálgicos del pasado y del mundo de ayer que quizá hayan entendido que no hay nada que romantizar en un mundo sin progreso. Si en lugar de una hora dura una semana, las risas se habrían terminado y nos mataríamos entre nosotros literalmente para conseguir algo de comida ¿no? para los nuestros. Pero tú te imaginas que la política energética del PP hubiera dado lugar a un apagón total en la península ibérica y que la presidenta de Red Eléctrica hubiera sido, por ejemplo, Isabel García Tejerina. Mientras fijó culpa a Putin o a los extraterrestres, todas esas crónicas no habrían sido églogas, sino elegías. Los sindicatos estarían en huelga general, y Podemos y su mar ya habrían rodeado el Congreso, y los humoristas del régimen no hablarían de solidaridad y de lo graciosos que somos en España, sino de Estado fallido y de algo así como la pobreza energética global. Esperemos que no haga falta llegar a eso para que la gente salga a la calle a recuperar su dignidad. ¿Qué quieres que te diga? Eso. y no las terrazas llenas, es lo que haría que yo me sintiera muy orgulloso de mi país.、Mm. Descansa Pérez. e l A la sombra de un león. Claro, es que hubo quien dijo incluso, oye, es que siempre ha habido apagones. <risa> sí, no. ya. O sea, en el medievo, constantemente, ¿sabes? e m p r fíjate que te soplabas se montaron, la vela. Se montó bronca. Yo me acuerdo que hace años hubo un apagón, sea, por d e c en Sevilla,、eh, con una empresa eléctrica, en, en verano, además, y se montó un follón impresionante en la ciudad de Sevilla.、Uh -huh. No、claro. en toda España. No.、Sí. No, ahora la anestesia es general, ¿eh? Yo no entiendo.、Sí. Eh, En fin, es lo que decía Peláez: todos en las terrazas ¿no? tomando cañas. Sí, no, si yo, fíjate, yo entiendo, oye, pero tú cada uno ocupa el tiempo como quiere, ¿no? Pero convertir eso en la gran historia, ¿no? Eh, es una forma de desviar otra vez la responsabilidad. Es decir, bueno, sí, claro, el pueblo se comportó ya, pero ese adocenamiento, no, no.、Eh, oye, y es normal, tú pues, tienes un, una terraza, no tienes más, nada más que hacer, pues vas ahí y te fríes a cañas, no pasa nada. Pues, no. Es Fantástico, eso es estupendo.、Eh, pero e s o no es la noticia. Y, o sea, que no. y que los mismos que lo celebran. Si fue, el gobierno fuera distinto, dirían país de pandereta, sí, ese, todos somos unos borregos, el eterno、eh, problema del español de que no tiene una conciencia cívica, no tiene dignidad, etc. é t Es r etcétera. a e que, de nuevo, que todo es posicional. O sea, los mismos hechos que p e l á e z l o ha dicho perfectamente, los mismos hechos con un gobierno del PP, le habrían parecido terriblemente tercermundistas、sí. para todos los que ahora están diciendo que es que el sistema ha demostrado sus fortalezas. Sí, síntoma de un país enfermo. Sí, exacto. Por ejemplo, n o、uh -huh. y dices, bueno, y, y hombre,、eh, cuando hablamos aquí de la gestión de las crisis, dice, bueno, es que traten de sacar provecho hasta de、eh, lo más terrible, n o un desafío de país, y ahí los tienes como carroñeros. Hombre,、eh, están tratando de meter en la cárcel a, a Isabel Díaz Ayuso por la gestión de la pandemia, e h ni más ni menos, adjudicándole、eh, 8.000 muertes en las residencias. e h O sea,、eh, digo, para ver cómo es la reacción ante una catástrofe y quién trata de sacar un aprovechamiento político de ella. e h O sea,、eh, ¿sabes? Perfectamente, sabemos perfectamente cuál hubiera sido la reacción de, una, de, de un determinado sector político, de, de una determinada base social, llamémosle, en el caso de que el gobierno sea el PP, porque, oh, oh, fíjate, en、eh, Madrid es algo、eh, casi cotidiano. O sea que... Por eso, volviendo a lo que decía antes, ¿no? la idea de u una esfera pública deja de ser、eh, eficaz a la hora de controlar los excesos del poder cuando una parte sustancial de esa esfera pública. Ha decidido entregar su criterio a ese poder que debería controlar. O sea, ese es el problema. O sea, somos una, tenemos una esfera pública muy débil porque una buena parte de la esfera pública ha decidido abdicar de su responsabilidad, de intentar exigir algo, algo, ¿eh? <ríe> algo a los gobernantes. Y eso además ha sido una degradación progresiva. Bueno, a lo mejor es la impresión que yo tengo porque no recuerdo que, que hace años en otros gobiernos hubiera ocurrido lo mismo. Es muy. Muy propio, empezó con Zapatero y ahora, quizás también por la polarización mayor y por tener en el, en el redil、pues、a, a una buena parte de, la, de los medios, que hace que se difumine mucho más la, la información. Pero sí es llamativa la, la pasividad, no solamente la pasividad, sino la, la indolencia y la entrega feliz, efectivamente, la, el, el renunciar a ejercer un poco los, los derechos ciudadanos ¿no? y la, la falta, por supuesto,、pues、de una. De, sí, se nota ahí la, la falta de movimientos cívicos que articulen un poco la, la, la sociedad, porque bueno, los sindicatos, en fin, ya lo hemos visto, ¿no? convocan manifestaciones contra la oposición y piden impuestos para pagar el cupo catalán. O sea, que, que es que ni siquiera hay、eh, una respuesta cívica a todos, los, a todos los abusos y las aberraciones que estamos viendo. p o r c i e r t o una cosa que se me va pendiente de lo que decíais antes de las renovables. n o Es que yo creo que la gente que apuesta por la transición energética, por la transición a la economía verde, etc., no es consciente hasta qué punto daña la causa transmitir, como se está transmitiendo estos días, la idea de que es una causa que se defiende desde la irracionalidad、uh -huh. y desde la ideología y que es incapaz de modificar sus argumentos y sus prescripciones. Ante una situación verdaderamente grave como esta. No O sea, no sea,、no、sé si el propio presidente es consciente de hasta qué punto hace daño a la causa que él cree que le conviene defender o que él quiere defender. Al tomar esta, esta postura tan cerril, ¿no? de no, nuclear es mala, s nuclear es mala s y da igual que haya gente diciendo que las nucleares a lo mejor habrían, habrían sido positivas en, en una situación como esta. ¿no? Bueno, pero es que hay muchos expertos que dicen justo lo, lo contrario, no son expertos menores y hay muchas zonas de España como Extremadura, acuérdate una, una manifestación que se produjo en, en toda Extremadura por defender la central que hay allí. n o、sí. Con el PSOE también sumándose ¿eh? Con a la posición mandos, de sí, Almaraz. ¿eh? Claro. Y, por cierto,、eh, hablando de expertos y de centrales eh, nucleares, eh, hombre, luego cuando agradecemos a Francia su solidaridad, apoyo、claro. para restablecer nuestra.、Eh, ¿Qué clase de energía nos ha prestado? Pues, ¿Cuál es la generación de esa energía? Porque、nuclear. lo primero que dijo el ministro de Industria y Energía de Francia es. Esto no puede ocurrir porque nosotros tenemos un mix energético más dependiente de la energía、eh, nuclear, que es una energía más, fi una más firme,、eh, uh -huh. que uno puede pues,、eh, modular de una manera mucho más、eh, rápida y ágil que las、eh, energías renovables.、Eh, es el momento de fusionar、eh, todos los.、Eh, Todas las emisiones de. de todas las conexiones. De, de Onda Cero, todas las conexiones. ...y、sí, es que estaba viendo ahí un acople extraño que, que por poco me. me te digo, yo tengo huífenos. No, no, vamos a fusionar todas las emisiones de, de Onda Cero. Este es un prodigio radiofónico. El oyente es soberano hasta que llegue este momento en el que ya solo va a poder escuchar la brújula. ¿Qué le vamos a hacer? Pero usted es el oyente especial porque ha venido a buscarnos, nos ha encontrado y nosotros apreciamos mucho que haya hecho el esfuerzo tecnológico por. Es decir, ha sido un oyente、académico. Activo. Aquí he dicho yo, yo quiero la brújula. Pues es que eso a nosotros nos conmueve, nos conmueve nuestro gélido corazón. Vamos a, vamos a fusionar ya las, las emisiones y, y continuamos. Brújula. Los Oyentes que se incorporan a la emisión de la brújula al borde del Soponcio, porque el partido ha sido un frenesí de goles y de una emoción excepcional, como el radioestadio de Edu García que sonaba en la frecuencia modulada. Es que estamos aquí los de, los de la brújula ¿eh? analizando la actualidad desde las 7 de la tarde en horario ininterrumpido. Ya hemos hablado del, de la historia del apagón. Les voy a presentar a los tertulianos de hoy por si se incorpora usted, usted que viene lívido, porque es que 3-3 Menuda、bueno, semifinal de Champions, todo se va a resolver en la vuelta. El Barça contra el, contra el Inter. José Manuel González, David Jiménez Torres, Maite Rico leyéndonos la prensa. José Ignacio Bert, y estas son las noticias que hasta ahora tienen que conocer para estar bien informados. El gobierno quiere una auditoría propia sobre el apagón, para lo cual ha solicitado a las grandes empresas del sector que permitan la entrada del Centro q u e n t r o l ó g i c o Nacional a sus instalaciones para chequear los sistemas. La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, apunta a las eléctricas por el apagón y descarta dimitir porque reitera que en su red nada falló, desvincula el apagón por la alta penetración de las renovables. Portugal señala a España por el apagón eléctrico mientras sigue suspendido el intercambio de energía. Las interconexiones están operativas, pero el país luso las mantiene desconectadas por prudencia. El gobierno señala que el apagón redujo un 55% las compras autorizadas a través de sistemas de pagos, lo que supone unos 400 millones de euros menos de los que ya se habrían recuperado entre 130 y 140 millones. Economía insiste en que va a analizar con rigor y detalle el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que aprueba la oferta de compra del b b v a sobre el Sabadell para tomar una decisión al respecto. El Euribor registra en abril su mayor caída en más de 15 años. Se coloca en el 2,14%. El indicador de la mayoría de hipotecas variables ha caído. A mínimos desde agosto de 2022. Donald Trump defiende los aranceles cuando la economía de Estados Unidos cae un 0,1% trimestral, un 0,3% en tasa trimestral anualizada. Las bolsas caen más de un 2% por temor a recesión. El gobierno pagó en dietas a José Luis Ábalos medio millón de euros en dos años cuando su sueldo era de más de 113.000 euros. Transportes afirma que eran gastos de viajes del ministro y su delegación. La g ó m i a Civil constata que ni Google ni WhatsApp han podido recuperar los mensajes borrados por el fiscal general del Estado. Tampoco hay información relevante. Entre los 159 correos recuperados. El Partido Popular confirma que no apoyará en el Congreso el decreto aranceles, suspende conversaciones con el Ejecutivo hasta que el Gobierno negocie sus propuestas económicas y políticas. En Oviedo, decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza al matrimonio alemán de la Casa de los Horrores, tuvieron a sus tres hijos encerrados durante cuatro años rodeados de inmundicia. En Israel, 163 equipos de bomberos combaten un incendio en el área de Jerusalén que podría ser el más grande en la historia del país. Se ha declarado la emergencia nacional y se ha pedido. Ayuda internacional. India decreta el cierre del espacio aéreo a aerolíneas comerciales pakistaníes desde hoy al 23 de mayo. Pakistán reitera que India les podría atacar por el atentado en k a s h e m i r a donde han muerto 26 hindúes. Y de cara a este puente del 1 de mayo, la llegada de una borrasca atlántica por el oeste peninsular activa el aviso amarillo en nueve comunidades por lluvias, tormentas y fenómenos costeros adversos. Uno de los temas destacados del día hoy en Onda Cero ha sido la imprescindible digitalización de nuestras pymes y el impulso recibido gracias a Kit Consulting, un programa gestionado por Red.es. El programa de ayudas del gobierno, con un presupuesto de 300 millones de euros, está financiado por los fondos europeos Next Generation y enmarcados en el plan de recuperación. Y su objetivo ha sido ayudar a las pymes a continuar en el avance digital de sus negocios. Después de Kit Digital, el programa Kit Consulting ha sido un nuevo paso adelante para las empresas de entre 10 y menos de 250 empleados. Y hoy lo hemos conocido en Onda Cero a lo largo de nuestra programación, acompañados por Red.es y la Cámara de Comercio de España, entidad colaboradora del programa. La brújula. La torre. Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa? Claro, para eso estamos.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 Onda Cero en Fenavín, la feria del vino más importante de España. El martes 6 de mayo, más de uno e l programa de Carlos Alsina se emitirá en directo desde el Salón de Actos del Pabellón Ferial de Ciudad Real. Vamos a descubrir todos los detalles de la decimotercera edición de Fenavín, la feria monográfica del vino más destacada de nuestro país. Todo un referente del sector: bodegas, importadores, exportadores, cooperativas. Ciudad Real se convierte en la capital mundial del vino.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 A mí me conocían como Mary Román, porque yo era la Mariliendre de España, una serie original de Atres Play. e r La libertad guiando al pueblo gay. ¿A quién entran maricones? ¿Tú qué eres? Maricón. Mariliendre, ya disponible solo en Atres Play. ¡Hostia, maricones! Y cada domingo un nuevo capítulo. La brújula. Onda Cero. Hemos dejado aquí en la tertulia de la brújula, estábamos analizando la respuesta del gobierno y iba a decir la investigación, bueno, la persecución de un culpable, un culpable que le sirva para eludir toda responsabilidad en el apagón y sus consecuencias. Antes de, antes de fusionar todas las emisiones de Onda Cero, hablábamos de un titular del ABC que necesitaba un contexto. Dice el diario ABC que、eh, Beatriz Corredor. Ha perdido el favor de Pedro Sánchez. Eso es tanto como estar ya dimitida, ¿eh? porque es quien la ha nombrado el gobierno. Es quien la va a cesar. Cuando la retiro su apoyo, presentará su dimisión. Por eso es tan relevante conocer el contexto de una frase que nos a p u n t a b a José Ignacio Bert. ¿Cuál es esa frase, Bert? La frase es: No es el momento, Beatriz. ¿Y en qué momento se puede decir no es el momento, Beatriz? Bueno, pues nos cuenta Mariano Alonso en su crónica de ABC Mañana, que tenemos que situarnos en el contexto de la reunión del martes. Bueno, pues según fuentes presentes, Sánchez, en tono muy duro, Comenzó a reclamarles, es decir, a los operadores, que aportasen toda la información informática disponible y que si no, advirtió, tanto el Centro Nacional de Inteligencia como la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil podrían tomar cartas en el asunto. En ese momento, los representantes de las compañías totalmente privadas empezaron a protestar en cascada. Que a contestar en cascada que la propia red eléctrica ya tenía esos datos y que por tanto no tenía sentido la petición que se les estaba haciendo. Corredor, siempre según fuentes de la reunión, trató de terciar. Momento en el que el jefe del ejecutivo la desautorizó. No es el momento, Beatriz. La tensión se mascaba bueno, en el ambiente. Esto es una escena bolivariana. Es decir, este. Eh, el presidente Después del, del apagón, que también es bolivariano. Después del apagón, Exactamente. Exactamente. que también es bolivariano. Todo nos está quedando、mm -hmm. de un venezolano、mm -hmm. extraordinario. <risa> Bueno, esta noche voy a cenar arepas.、Eh, la cuestión es que el hombre, el presidente del gobierno, a las empresas privadas amenazándole con enviarles a las fuerzas de seguridad. Aquí hemos entrevistado a, a, la, a la patronal, bueno, a la principal asociación de las empresas eléctricas. Y nos decía: es que los datos no hace falta que venga a buscarlos el CNI porque ya los tiene red eléctrica.、Claro. Y luego ese gesto. Tan elocuente, de no es el momento, Beatriz, es decir, ahora hablo yo y tú te callas. Y eso lo puede hacer una persona que ha nombrado a la presidenta de Red Eléctrica, porque es quien la puede cesar. Y por eso la trata como si fuera una ministra, una ministra de segunda. Por cierto, no una ministra de Izquierda Unida, a las que no puede desautorizar y le pueden cambiar hasta los contratos de defensa que tiene con Israel. A esas no, pero a Beatriz Corredor sí la puede tratar como si fuera. no Una ministra, una directora general. Es que la escena que narra Mariano Alonso, al que solo le voy a hacer una presión a este gran periodista que es Mariano Alonso.、Mm. Eso de los operadores también es un cuento chino. Que se no, no, no, perdón, perdón, perdón, perdón,、ah. perdón, que los operadores lo he dicho yo. ¿eh? Ah, creo, pues、creo, esto es、eh, acá. Perdón, sí.、Eh, no, lo, sí, sí, los sí, operadores. í、sí, sí, lo he dicho porque él dice los presentes,、eso. entonces, como, como tenía que remontarme a un párrafo anterior, he completado yo los operadores y ha sido decirlo y pensar e s t á mal. No, es que esto, Pero... esta, esta, puntualización, esta、sí. puntualización es fundamental. fundamental. Sí, sí. Los operadores.、No. No, no existen. La ley del sector eléctrico, título 2, artículo 30, lo establece muy claro. Hay un operador. El operador es Red Eléctrica. Y luego están las empresas del sector, que son comercializadoras, distribuidoras o productoras, a las que les estaba amenazando con enviarles a la Guardia Civil. Y el operador pasa a ser público. En el momento en el que Pedro Sánchez desplaza su centro de mando allí en, en la gestión de la catástrofe. El teatro que está haciendo Sánchez、claro. está y, y en el momento, ahí es cuando Pedro Sánchez nos demuestra que concibe al operador como un organismo más del Estado,、claro. como la EMET. Porque Pedro Sánchez no puede plantarse en Iberdrola y, y desplazar ahí el centro de mando y ahí ofrecer un, la imagen de un gabinete de crisis. Porque Iberdrola, que tiene además una participación muy importante de, de Italia, nada menos,、eh, le dice: ¿A dónde va usted? Usted no pasa de aquí. Y, Y Verdón la h a dicho, Endesa. Endesa. Endesa. Pero da igual, porque Verdón la puede decir lo mismo. Y Verdón le puede decir, oiga, llama el de seguridad, que aquí hay un señor que dice no, que、pues、quiere pasar bronca, y no puede hacerlo. La p o l c a con las eléctricas es permanente, porque la tasa que le quieren imponer permanentemente a la, a que, y que le han impuesto a las eléctricas viene ya de tiempo. O sea que esta guerra política contra las eléctricas en general ya viene hace tiempo, que es una de las víctimas que ellos tienen marcada como, como un objetivo político. Lo que、no、ha hecho、hablando. Sánchez ha sido retirarse. Para buscar un relato, buscar un culpable, escenificarlo, y que es exactamente lo que. Bueno, los cinco días famosos que se iba a retirar、sí. a meditar, estaba es haciendo la estrategia para ver cómo afrontaba la imputación un, de su mujer. Bueno, pues、año. ahora lo mismo, cuando están todos los expertos señalando claramente a un error, a una mala gestión dentro de la propia red eléctrica,、eh, y cuando están señalando también la falta de inversión, y cuando están señalando un plan. De, de energía eléctrica diseñado por Teresa Rivera que tiene que、eh, modificarse, y e la Pagón ha sido el ejemplo más, con, más evidente. Frente a todo eso,、eh, este se, se enroca y、eh, se dedica pues, a hacer pues, este teatro grotesco de、mm, enviar bueno, poco al CNI casi como CNI. con m o o c nocturnidad a los agentes a ver, hombre, ¿por hombre, e qué no lo mandan al móvil del, fi del fiscal general? A ver qué. Es que, vamos.、Ah, Les... el, el, no, pero es que además, el, perdona, en, en, el, si tú visitas Red Eléctrica, tiene una sala muy famosa,、eh, muy, muy protegida, en la que hay un montón de pantallas y en la que tú ves al instante la distribución del sistema en diferentes pantallas de toda España. O sea, que Red Eléctrica tiene toda la información. Pero al segundo.、Si、al a A la milésima de segundo. Yo creo que el, el ciudadano. Que lleva asistiendo en los últimos años a un proceso de degradación institucional muy evidente y muy grave. El que ha visto una colonización de las instituciones más agravada todavía de la que ya、eh, teníamos. El que... Vio cómo se gestionó la pandemia, el que vio cómo se gestionó la DANA, el que vio incluso cosas aparentemente triviales, como que hace un par de semanas una consejera del Consejo de Seguridad Nuclear dijera que tener demasiado conocimiento en puestos como el suyo a veces p o d í a ser contraproducente, porque claro, es que todos sabemos decir, que no hay ¿eh? nada mejor para gestionar sistemas altamente complejos que la refrescante espontaneidad de la ignorancia. ¿no? Ese ciudadano, yo creo que a las 12 y 35 de lunes, Tenía razones muy serias para, seguirse, para sentirse inquieto. Pero a lo mejor podía haber hecho un ejercicio de fe y pensar: no, creo que esta vez el sistema, las autoridades van a gestionar bien esta crisis. Y sin embargo, todo lo que estáis señalando, todo lo que ha pasado desde ese momento, empezando por esa tardanza del presidente del gobierno en comparecer. Aunque solo fuera para decir, estamos aquí, estamos aquí y no se preocupen, que hay una sala en la que estamos en, con, en control de la situación. O poner ¿vale? un secretario、no. de Estado que diga cualquier cosa, pues, lo que sea, ¿eh? Pues todo、si、no, esto, s o l o a e hecho... e pobre técnico de RCE. x a c t a m e n t e como el COVID. Es pero, que es una cosa muy m p o r t a e Pero ¿cuándo, ¿cuándo de... salió el, el técnico de RCE? e el A de... las seis horas. Sí, sí. Claro,、eh, bueno, yo creo que los ciudadanos necesitan una explicación un poquito antes, ¿no? Sobre todo porque nadie sabía lo que estaba ocurriendo. Uno salía a la calle y decía, bueno, que, que hemos recibido ya el ataque porque había quien estaba esperando ya directamente.、Eh, la primera hipótesis era e l ciberataque, ¿eh? Sí, sí, claro. Y, ¿Y cómo anticipatoria de qué? Pues eso es lo que、eh, b u l l í a en esos momentos en la calle. Oye,、eh, Eh, ustedes, eh, que son unos magos de la comunicación, ¿no? porque al final tienen tantos asesores en la Moncloa, ¿no se les ocurrió poner un portavoz provisional y que el presidente del gobierno compareciera? Pues sí, a las tres horas o a las seis horas o a las que haga falta, pero mientras que no haya un apago informativo también. ¿Te a c o r d á o s c o m o la pandemia? Bueno, a q í comparecían、eh, ahí con preguntas filtradas, aquí sin preguntas. Otro, otra de las pautas de comportamiento que tiene esta gente.、Sí. La, la cita que recordaba David. Que, la, es verdad, que es una señora que se llama Pilar Lucio, que fue consejera de Igualdad en Extremadura y que calienta la silla en el Consejo de Seguridad Nuclear, con lo cual puedes temblar. Es que yo estaba pensando, define perfectamente a Teresa Rivera y a Beatriz Corredor, ¿no? Es que tener demasiados conocimientos técnicos puede ser contraproducente, con lo cual metamos pues a Parachic,、eh, que le bailan el agua al jefe y ya está. Es que lo peor es ver confirmados todos tus prejuicios. Es que es ya, absolutamente. Ya, uno puede llegar, es verdad, yo, yo incluso he estado estos días intentando pensar, ¿cómo v e r Esta situación, si no, tuviera, si no hubiera llegado con una visión muy crítica del gobierno y del sistema de las instituciones. Pero es que realmente, por todo lo que señalabais antes, es que es imposible no llegar a una visión crítica de cómo se está gestionando esta situación y que confirma precisamente todas las malas impresiones que tenemos, ya no s o l o de cómo se comporta el gobierno, sino de cómo funciona el sistema. No es un ministro, es el sistema. El sistema que permite que un presidente del gobierno nombre a la presidenta de Red Eléctrica. Es que ahí ya hay un problema. Ya hay un problema. ¿Por qué, ¿Por qué hay un político tomando esas decisiones en algo que debería ser altamente técnico? ¿no? Pues fíjate, estaba mirando, es una, es una cosa curiosa: la cuenta de Twitter de, de Beatriz Corredor, el, el, el tuit que, ahora, que uno de los que ha retuteado i después ya de la gran crisis, la、eh, presidenta de Redella retuteó i a un periodista llamado Javier Ruiz. Que responde a sus críticos, es una un periodista afina l gobierno, que responde a sus críticos frente a las ratas, luz y legía democrática. Beatriz Corredor, presidenta de Redella,、eh, retutea i esto. Y luego los tuits anteriores al apagón、pues, se d e d i c a b a a tutear i sobre、paz. Gaza, sobre Trump, las convocatorias a una manifestación del 11 de mayo, que no sé muy bien de qué, de, para defender la democracia, el aniversario del bombardeo de Guernica. Dices, a ver, por cierto, o sea, tú que, te puedes lo, imaginar lo un homólogo Maete, en lo, Francia o en Alemania tuiteando e s o Lo que decían sus críticos, en realidad, era lo que hacían era difundir un vídeo en el que argumentaba las razones por las que nunca jamás se produciría un apagón en España. O sea, lo que decía ese vídeo. O sea, es decir, sus críticos son aquellos que difundían ese vídeo.、Uh -huh. Y yo, hombre, no cargaría demasiado la metáfora、eh, con las ratas y con la elegía. Digo porque esto no, de no, la es desinfección、terrible. y. e x o sea, la, Las ratas efectivamente son exterminables.、Uh -huh. Lo digo porque hay seres molestos eh, eh, y, y luego están aquellos a los que se compara con las ratas.、Eh, digo、pues、porque. si t e n e m o s q u e c u i v a de la,、si、de la todo, eléctrica. Todo, dice, no, es que、sí. la crispación、porque、o el no sé、sí. qué. Bueno, cuidado.、Ajá. Un poquito. Y、si、luego de... la parte premium,、eh, que recomiendo mucho el podcast mañana. Hemos estado hablando, entre otras cosas. r e c u p é r e n l o r e c u p é r e n l o en el podcast. Todos los veníamos recordando, en este caso de Beatriz Corredor, todos los puntos, la cronología de cómo expertos de red eléctrica, la propia red eléctrica en el año 2025, en enero y en febrero. Reconocieron y alertaron de los riesgos de las,、eh, la elevada, de las desconexiones por la, por la elevada penetración de las renovables y la falta de inversión、eh, para contrarrestar esto. Sí, sí, que es la clave. Es la clave. Entre esas entrevistas、eh, tuvo una con Susana Griso precisamente diciendo que nunca iba, sí, que nunca iba a ocurrir sí, sí. esta situación que hemos vivido ahora el lunes pasado.、Mm. Fíjate,、eh, respecto de lo que dijo en, en una de sus entrevistas de hoy, recordamos,、eh, ha hecho una turné muy selecta,、eh, Televisión Española, Cadena Ser y El País.、Eh, Beatriz Corredor, creo que fue en la de la Cadena Ser, negó la literalidad del informe en, la, en el que se advertía de los riesgos es,、sí. en caso de no utilizar, eh, pues, ahora、eh, no recuerdo una debida proporción de energías firmes,、mm -hmm. ¿no? Pero, Es que negó la literalidad. Digo porque Miguel Roche, que lo recogió inmediatamente, dijo: el lío que se está haciendo, Beatriz Corredor, en la SER, para explicar que esto, que publicó su propia compañía en febrero, no dice lo que dice textualmente. Y es que uno acude y dice: claro, dice, pérdida de prestaciones de generación firme asociada al cierre de centrales de generación convencional, carbón, ciclo combinado, nuclear. El cierre de centrales de generación convencional, como las de carbón, ciclo combinado y nuclear, Implica una reducción de la potencia firme y las capacidades de balance del sistema eléctrico. Esto además lo entienden hasta los legos, es sí, decir,、claro. nosotros, un ignaro como yo, esto lo entiende perfectamente. Lo que está advirtiendo es de lo que、eh, seguramente sucedió, porque es la hipótesis que utilizan todos ¿Todo los, los expertos los... independientes, todos. todos. Incluso, incluso directamente o indirectamente la propia red eléctrica. Es que los propios técnicos están diciendo eso. El experto este que salió el, el lunes、eh, es lo que venía a decir y lo que está diciendo la propia red eléctrica. Entonces, ¿qué dice que su presidenta está es t á l l e v a n d o una, una línea política distinta de la realidad técnica. Oye, pero es nivel、mmm, pro. O sea, una cosa es desoír las advertencias de agentes externos. Otra cosa es desoír tus propias advertencias. Sí, sí, sí. Eso, y eso ante, ya, verdaderamente. Ante, y no, porque en esto que estaba comentando Maite, es que esto lo hace porque Red Eléctrica tiene inversores externos. No solo las EPI, sino que hay no, inversores、claro. que están ahí metidos y que ellos necesitan una información. Claro, la EPI dice la bruja de la cultura. Claro, la t r a n s f o r m a i e v i d e n t e m e n e Creo que Amancio Ortega, Ortega.、Sí. Un, un tanto. No pueden tener más de un 5. Claro. O e sea, l free float este que. Sí, sí, sí.、Eh, claro, las EPI por eso lo controla, porque、claro. tiene un 20%. O sea, es. No, es que el 80% es privado. Sí, el 80% es privado, sí, sí. pero ningún. A ver las indemnizaciones, ¿quién las pone? Ningún inversor privado puede tener más del 5%. Es que esta es la clave. Y por eso, el que va a pagar el pato. Va a ser el, el, estado, el Estado, es decir, el、oh, claro. contribuyente. Claro. No lo va a pagar BlackRock. Larry Finn, q e está tranquilísimo en sus casas, de verdad.、Sí, no、e l mismo contribuyente que sufrió el apagón. e x a c l a m e n t e Efectivamente. Pero bueno, ya se repondrá con otro exministro socialista, con c é s a Beatriz Corredor, para que cobre el, est el estipendio. <risa> Solo el si tiene、estipendio. necesidad de un fusible, acabará cesada así, ¿no? Ahí seguirá. No va a yo creo que ya es、terrible. el fusible, ¿eh? pero yo creo que ya lo es. Pero bueno, en fin, ya veremos, veremos. La brújula. Un momento porque esto me interesa. El seguro de coche en línea directa es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intellience. Y si te cambias, te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en l i n e a directa.com. Llama al 917-700-700 o entra en l i n e a directa.com. Y ahora sigamos con lo que estábamos haciendo: La brújula. La Torre. Hola familia, hoy vengo a presentaros mi libro 545 Recetas para triunfar: r o l l i t o de salmón y rúcula, risoto de calamar o bacalao con pimiento. Nuevas recetas llenas de sabor que serán un éxito en tu cocina. 545 Recetas para triunfar: el mejor regalo para el Día de la Madre, Editorial Planeta. El cariño se demuestra cocinando. <risa> Me i r a s de puente, ¿no, Roberto Brasero? Sí. Sí, p u e s aquí estaremos nosotros al pie del cañón, la brújula. Yo la semana n o、no、sé si otros programas de la casa, ¿eh? Yo la、no、semana sé, santa estuve no... al pie del cañón, pero este puente me lo he cogido para coger aire. Bueno, el, el primero de mayo, día del trabajo, yo descanso. Pues al menos déjanos el parte m e t e o r o l ó g i c o Mira, para todo el puente te lo voy a dejar. Jueves, mañana, día festivo. Y agradable en general, aunque sí podamos tener nubes y algunas lluvias a primeras horas, zonas del centro y norte peninsular, pero deberían durar poco, Rafa. Y las temperaturas van a ser más altas que las de hoy, sobre todo en el sur. No serán muy calurosas, 30 grados de máxima en Murcia o en Jaén, el resto por debajo, pero cálida tarde primaveral de jueves, día festivo. Yo creo que sí, apuesto por ello. ¿Y el día siguiente? Viernes. Viernes, viernes el, 2 de mayo, el f i n a d hace Madrid. El peor día de la semana. O Sabes que la gente se confunde. En realidad es en Madrid donde no hay puente, porque hay dos festivos. Los dos festivos no son puente. Es solo cuando un día laborable se convierte en no laborable. Para que la gente se vaya. Claro, va muy bien, Vic. Muy buena puntualización.、Eh, no digo como puntualización, nos gusta、claro. el rigor y la exactitud.、Eh, pues entonces, pues el... entonces yo no hago puente, porque, porque tengo los dos f e s t i v o s Exacto tú.、Ah, pues、no hago puente, pero el, me los c o m p o El 2 de mayo, ¿qué ocurre? Pues el peor día de la semana en el cómputo general de toda España, porque la borrasca que tenemos en el Atlántico、mm. que. Ya, si el viernes se decide entrar, según los pronósticos, y atraviesa España de sur a norte, con lo cual las tormentas van a ser más generalizadas, es decir, en más zonas y pueden ser más intensas.、Eh, zona centro, que las esperamos, en Extremadura, en Teruel, este de Castilla-La Mancha,、eh, pueden llegar hasta Cataluña incluso. Y donde menos llovería el viernes, Cantábrico Oriental, es decir, Cantabria-País Vasco, y el sureste de la península, Murcia, Almería, Alicante, donde en principio no las deberíamos tener, ni tampoco los archipiélagos.、Bueno. Y el fin de semana, sábado, ahí sí pueden llegar las lluvias al sureste. También puede llover en Galicia. Y en el resto, de variable. No debería c a e r mucho. Pues ve a disfrutar, brasero. Y el domingo para、ah, regreso. El domingo, el domingo. En el norte, ahí sí bajan las temperaturas y nos llueve no. con, con ganas. Norte. Como se va hasta el lunes,、pues、y、claro, e n el suscrita. En, en el sur, sol. si m e v o y me voy, pero no hago puente. Madre mía.、Porque、soy te, madrileño, por lo tanto, los dos días. ¿pero ¿Cómo te、sucesivos? va a echar de menos la audiencia? Me, aquí te he dejado.、Pues, la audiencia de todos los medios de este grupo que tiran de ti, porque eres el el, el, el carro, el, el carro sería el grupo y tú eres el el, el, el buey. No, no, no, gracias, es porque, pues, no,、eh, no es un buen símil. No es un buen símil. Al hago, aquí os dejo la mesa puesta con el pronóstico y yo me marcho. Un abrazo. a a s t a A saludar de nuevo a nuestro cerrajero romano.、Eh, cerrajero porque viene a echar el cierre y, y romano porque se encuentra ahora mismo en la ciudad eterna.、Eh, Chopo Paolaza, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rafa Latorre. Y porque la Plaza San Pedro y la Vía Consolas Chione t i e n e una forma de llave, ¿no? También, ¿también? De llave. podríamos decirlo. Y porque el c o n c l a v e es echar la llave. Bueno,、eh, Chopo,、eh, ya, hasta aquí.、Eh, a ver qué tres hay anotado en tu cuaderno. Es que te he cogido cansado la torre,、sí. pero voy con el cuaderno en el que traigo、eh, las notas del 30 de abril. Mi españita camino de la playa aprieta el bañador. Papá, ¿cuándo llegamos? Aquí en Roma todo sigue igual. Cualquier suceso, a la luz de los tiempos de la civilización, resulta pequeño y despreciable. Porque en la Ciudad Santa estas cosas no importan en cuanto se atribuyen a la voluntad de Dios. Pero el asunto de la crisis del apagón tiene todos los ingredientes de una conspiranoia inquietante. Cuantas más respuestas da Sánchez, menos se cree la gente en las teorías tranquilizadoras de los gobernantes. Se preguntan los porteros del barrio de Salamanca, que se llaman todos Eusebio, cómo es posible que, teniendo en cuenta que tiene unos 60 años y los niños ya están trabajando, Si está uno hablando con la parienta de comerse una pizza hawaiana y el ordenador nada más que le, of, le, oferce, le ofrece viajes a la Polinesia. Si es que el algoritmo, triangulando búsquedas, edad y número de pasos, sabe cuándo es el momento exacto en que uno necesita una oferta de Viagra, de una moto nueva, de plantarse pelo. Digo, si saben cómo hacer para que el hombre se meta en una web de citas o se compre un camping gas, una hormigonera un taladro, ¿cómo es posible que no se sepa dónde se metieron 15 millones de kilovatios? ¡Carajo! Hasta mañana, chapu. Siempre amanece. Hola、bueno, José Manuel González, Maite Rico, David Jiménez Torres, gracias por venir. Y hasta otra. Y hasta mañana, José Ignacio Bert. Y... voy a hacer la razón, ¿no? Venga, el、venga. gobierno saca pecho por el apagón, fue una proeza, se resolvió rápido, editorial, un error de bulto que corregirán las ondas. Eh, bueno, las urnas cuando lleguen, cuando las pongan, la cuando las pongan. Eh, bueno, eh, nada que nos despedimos. Escuchen ustedes el radio e s t de noche porque, vaya, la semifinal, la ida de la semifinal del Barça Inter ha estado emocionantísima. Un 3-3, algo frenético, casi le da un soponcio a los aficionados b l a u g r a n a s y todo se resolverá en la vuelta. Pero esto e s lo contaron mejor Rocío Martínez, Edu Vidal y todo el equipo de expertos y, y el equipo de deportes de Onda Cero. La brújula regresará mañana.